Tecnología de última generación. c o n f o r t absoluto y refinamiento en cada detalle. DS4 Hybrid Palace desde 28.700 euros. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes financiando con Stellantis Financial Services con el producto DS Alternativa. Condiciones en dsautomóviles.es. Ser Podcast. Son las 4 de la tarde a las 3 en Canarias. En la cadena Ser La Ventana con Carlas Francino. El tiempo es una guerra perdida y avanzamos a golpe de dudas. 私の言葉を聞いてみてください。 Buenas tardes.、Eh, bueno, cada vez tengo, tengo más claro que hacer planes en la vida es un ejercicio, digamos que bastante discutible, cuando no directamente inútil. Ese verso que escuchábamos, lo de hace falta tener buena cintura y los golpes sortear. Es de una canción de Enrique b u m b u r i de su nuevo disco. Hoy teníamos previsto hablar con él aquí en la ventana, igual que otras personas habían planeado, pues yo q u e sé, viajar en tren, en coche, en avión, examinarse, ir al médico, operarse, ir a clase de guitarra, ir de compra, seguir trabajando, desde luego. Bueno, pues todos los planes ya saben hasta ahora que han saltado por los aires con ese apagón total que a las doce y media ha dejado la península ibérica sin luz y sin energía. A esta hora, recordemos, ya tenemos un cálculo aproximado de cuándo se va a recuperar la normalidad parcial o total. Entre 6 y 10 horas desde que comenzó el accidente, es el cálculo oficial que hace r e d e l é c t r i c a En cuanto a las causas, bueno, pues insistir en que lo primero que nos viene a todos a la cabeza, que esto tiene o tenía toda la pinta de ser un ciberataque,、mmm, bueno, no está confirmado ni muchísimo menos Javier Bañolos. Recordemos lo último que tenemos de este asunto. Pues mira, c a r a o s lo primero,、eh, nos insisten mucho, nos piden prudencia,、eh, claro. no se a nada por seguro ni siquiera ese ciberataque, por muy posible que parezca, Carlas,、eh, nadie tiene la certeza sobre el origen. Es cierto que el CCN, el Centro c r i t i c o Eh, el CNI,、eh, lleva desde el minuto uno, investigando si algún grupo de hackers ha podido tumbar la red eléctrica en España, pero que lo investigue, Carlas, no quiere decir que haya una hipótesis、claro. principal sobre origen de, de este gran apagón. Es cierto que España、mm. bueno, ha estado ya en el foco ¿no? de, sí. de, de muchos grupos de, de hackers, pero insistimos, no hay confirmación, hay que tener mucha cautela. De hecho,、eh, nos consta, y esto es importante, Carlas,、eh, ojo, porque ya están circulando. Algunas reivindicaciones、eh, sobre posibles autores de un ciberataque, reivindicaciones falsas,、eh, según nos apuntan fuentes de, de la Seguridad Nacional directamente implicadas en esta investigación. Bueno, hay que recordar algo, además. He estado haciendo rastreo de grandes apagones en la historia de Europa y hay uno en concreto en Italia, el año 2003, cuando. Casi 56 millones de personas, prácticamente todo el país, se quedó casi 24 horas sin luz, afectando pues, trenes, hospitales, servicios públicos, igual que hoy en España. Y la causa, se supo después, fue una línea suiza que había fallado. Eso digo que ocurrió en 2003. Otro apagón importante se vivió en noviembre de 2006, cuando una desconexión programada en Alemania、mm. salió mal. Y mira, Jordi Fábrega se acuerda de ese、sí. episodio, ¿verdad? Y dejó sin suministro a más de 15.、000. Se acuerda porque nos tocó también a nosotros. 15 millones de afectados、porque、entre tocó,、sí. España, Portugal, Bélgica, Francia, Italia y Alemania. Y más recientemente, bueno, en junio del año pasado, en 2024, un fallo en el sudeste europeo provocó apagón total en Albania, Montenegro, en Bosnia Y en Croacia. Aunque el resto del continente evitó verse afectado, el colapso demostró pues eso... la fragilidad de algunas zonas ante eventos imprevistos que no sabemos a esta hora si son、mmm, por razones técnicas o por otras que ojalá no se, no se confirmen. En cualquier caso, hoy es un día de radio, pero de radio a, a tope, de radio a pilas, de radio en el coche, de estar contando al minuto lo que sucede. Y hay dos planos informativos para contar esta historia. El primero, este que estamos haciendo con Bañuelos, con Fábrega, con Guillermo Lerma. Con todos, que es el plano político, el, el técnico, el económico. Y luego, está, y luego está el plano civil. Es ir viendo y comprobando cómo se vive en todo el país una situación de emergencia. Y eso se hace a través de historias y de fotografías sonoras. Por ejemplo, dos voces de este programa, Marta Delvado y Rafa Panadero. Les vamos a escuchar a mí, pero no están aquí en el estudio. Yo no sé dónde están, así que lo van a confirmar ellos en directo.、Eh, Marta Delvado, ¿por dónde andas? Nunca mejor dicho. Por, por, por, por, por, por ningún sitio, porque no está. Vamos a parar con Rafa Panadero. Las comunicaciones hoy son como son, e h son un poco casualidad. Así que, Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ayúdame a tocar madera. Para, mira, sí, para Toco madera. Que queda, para lo que queda de v e n t a n a Yo, mira, la información que queda... ya, nuestros compañeros en los servicios informativos nos la están brindando toda al minuto, como debe ser. Pero yo hoy no puedo parar de pensar en la gente que ahora tiene 18 años y que ya con conciencia ha vivido una pandemia, una guerra en Europa, otra en Oriente. Próximo, ha visto cómo ha estallado、eh, un volcán, ha vivido una crisis económica, la llegada de Trump, ha conocido dos papas en el Vaticano, dos reyes aquí en España. ¿Qué más podía pasar? Bueno, pues podía pasar lo que ha pasado hoy, que es el gran apagón, que alguien lo imaginó en la fichera. s、sí, sí, eh, sí. Y ha llegado y luego, a la radio. Y luego lo、realidad. comentaremos. Oye, eso que decía yo antes de que en la vida lo de hacer planes a veces puede resultar no solo、eh, discutible, sino casi inútil.、Sí. Hoy lo comprobamos en la radio, porque、sí. a la hora de hacer planes,、eh, Aymar Bretos, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy、no、buenas. ¿Y t tenías que andar al mismo camino de Málaga? Yo ahora tenía que estar en un tren,、eh, dirección Málaga, porque esta noche teníamos hora 25 desde Málaga. ¿Desde dónde? ¿De Málaga? Desde el Centro de Ciberseguridad de Andalucía,、eh, ya. de Málaga.、Eh. Y habíamos convocado allí a los oyentes. <coughs> Perdón por la voz,、eh, que estoy. Estás con estás la... una voz como el, como el de Carrusel de ayer en Andorra. Pacojo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaba、Carlos. fónico, pobre,、sí. que daba un apuro. Sí, sí, la verdad, es que d e l estilo Aymar. Podía hacerle Aymar, el inalámbrico a y m a r hoy. Sí, ¿qué? bueno, no, que queremos pedir perdón a los oyentes de Málaga porque, claro, evidentemente, claro. esta noche no nos vamos a poder encontrar. Allí, pero lo entender, buscaremos、eh? el momento.、Lo、buscaremos el momento y la manera. Lo van a entender. Y Andrés Barcelona, buenas tardes de nuevo. t ú tienes que andar camino de Valencia ahora mismo. Yo ahora mismo estaría Mañana se cumplen seis meses. Yo ahora mismo estaría en un tren que salía a las 3 y cuarto de la tarde desde Chamartín, camino de Valencia, porque mañana hacíamos. Un programa especial desde Valencia con motivo de los seis meses de la Dana. Bueno, lo haremos igual desde aquí, seguramente. ¿no? Totalmente. Y yo no descarto quedarme a dormir porque iba con la maleta así un poco grande y me... no quiero bajar las escaleras <risa> con la maleta. Entonces yo no descarto quedarme a dormir. Yo también、aquí. tengo la maleta aquí y solo hay un sofá, Ángel.、Sí, o sea que no es un p r o g a m a Pero, muerte, pero no, tú q i e n e s programarnos a muerte o No, yo puedo dormir mientras tú estás haciendo el programa. Bueno, vale, es verdad. Vale. Sofá caliente. e x a c t o b i e n t e De acuerdo、fíjate、con esto de la Dana, fíjate, hace exactamente tres meses estuvimos abriendo una ventana en red eléctrica. Y fue una experiencia, vamos, sí, tú has estado conmigo. Yo hice un también. día también Chulísima, sí, sí, es chulísima, porque te das idea de la dimensión que tiene lo que controlan. Y nos, nos, nos enseñaron una parte de esa pantalla tan grande que tienen en la sala de control. Nos dijeron: el día de la Dana iban cayendo líneas, bla, bla, bla, una tras otra. Por la fuerza de la,、no. de la torrentera que bajaba. Bueno, hoy eso tiene que haber sido. Una caída la, masiva. La, lamento la, la palabra, tiene que haber sido un espectáculo. Porque ver ese, ese panel gigantesco con toda la luz haciendo pataplón de un momento a otro. Y sobre todo la primera es pregunta que brotará diciendo, ¿no? ¿pero qué está pasando aquí? ¿No? Porque ahí está que que todo controlado. En, los que están sentados en esa sala y ven de golpe esa imagen. Claro, o c l a q u é es esto? Pues es algo inexplicable. Sí, bueno, sí. en Hora 14、Yo. hablábamos con una persona que lleva 40 años trabajando en red eléctrica y que dice que, hombre, se ha enfrentado a caídas. De, sí, sí. de electricidad pues bastante grandes, pero desde luego nunca jamás a una cosa como esta que estamos viviendo hoy. Oye, yo comentaba hace un momentito lo del gran apagón del año 2003、hmm. en Italia.、Eh, Joan Solés, buenas tardes, buenasera. s Buenasera, s buenas tardes. Claro, a ti te d e b i ó pillar. Eso,、sí. ¿no? Sí, sí, sí, me pilló. Me pilló aquí en Italia el apagón de septiembre de 2003, en un fin de semana, cuando toda la red italiana estaba conectada a Europa. Se atribuyó a la caída de un árbol en los Alpes que derrumbó una torre de alta tensión. A partir de ahí se produjo la interrupción de la electricidad de forma encadenada en todo el país, desde los Alpes al sur hasta Sicilia. Y fueron necesarias 24 horas para restablecer el servicio y que el です。País De esto hace más de 20 años, esperemos que en España sean un poco más diligentes. No, no, no el cálculo, Jordi, recordemos que son 6-10 horas. ¿no? Y de hecho, estamos contando que ya va regresando la luz a algunos lugares, empezando por el norte,、claro. empezando por el sur y a por el bocadillo, que es Madrid en medio. Eso, ¿no? o sea, eh, sea... El restablecimiento es muy lento, es muy paulatino, sí, sí, es que... porque de la misma manera que el apagón ha sido en un instante, que se ha caído todo el sistema eléctrico sí, sí. en lo que han llamado desde red eléctrica el colapso. El, en términos técnicos, se conoce como el cero absoluto, que es la cantidad de, de megavatios que se producen. Cero. Esto no había ocurrido nunca.、Eh, volver de cero a los veintipico mil megavatios、eh, que se necesitan al minuto es un proceso que se tarda horas y que además no se puede hacer de golpe por cuestiones de seguridad. Porque si de golpe vuelve a entrar una cantidad enorme de energía en la red, probablemente la red se caería ya, o tendría、ya. algunos problemas. Por eso lo que se está haciendo es seguir un protocolo que t i e n e muy estudiado en red eléctrica. de Ir、eh, recuperando poco a poco el, el funcionamiento y el suministro, y esto calculan que puede durar entre 6 y 10 horas. Que no quiere decir que toda、ya. España esté 10 horas no, no, sin no. luz. Habrá pueblos, como estamos、no. viendo, y ciudades donde ya ha vuelto, en otras la recuperarán en una hora. Pero probablemente en algunos puntos sí que se necesite esperar a la próxima noche para que vuelva a tener la luz. ¿Nos、eh, está ayudando alguien? Quiero decir, recibimos suministro de Francia. <risa> ¿Hay alguien ahí? o no, no, no, no. por, por ejemplo, suministro sí, de no, no, no, Francia para la reacción. Es una pregunta eso, importante、claro. porque hay, hay sistemas de interconexión entre,、claro. entre España y Francia. Lo he mirado hace un rato y estaba llegando. Lo、eh, malo es que la caída mi, lo, lo malo de l a interconexión es que la caída de un árbol en los Alpes te puede <risa> dejar todo un país a oscuras. Lo bueno es que en caso de emergencia. n o De hecho, justo antes del apagón, nosotros estábamos. Enviando electricidad a Francia、Mira. y desde la una y media aproximadamente está entrando electricidad desde Francia a, a España. Esto es también lo que permite que se recupere el suministro eléctrico en los、Yo. puntos más cerca de la, de la frontera. Primero,、eh, pero bueno,、eh, si la luz llega ahí, quiere decir que la que se genere en centrales de España se、uh -huh. puede distribuir a otras zonas、claro. y poco a poco así es como se va recuperando el suministro eléctrico. Vamos a hacer un segundo intento para、Venga. escuchar a voces、Venga. habituales de la ventana. Estén donde estén.、Eh, Madera, Marta Delvado, ¿dónde estás? ¿Por dónde andas? Hola, buenas tardes. Hola. Estoy aquí en Sol para、no. llegar hasta aquí. Claro, lo primero que he hecho ha sido cruzar Gran Vía y os cuento que. La gente está intentando cruzar haciéndose señas con las manos, con la, la cabeza,、eh, con los conductores de autobús, porque, claro, no funcionan los semáforos.、Eh, luego, bajando por Callao, por la calle de la Montera,、eh, claro, la estampa es de comercios apagados. Cerrados, las grandes、eh, cadenas multinacionales、eh, están completamente apagadas, no hay nadie, pero luego hay muchos comercios donde están los、eh, estantes, los escaparates, por ejemplo, de comida vacíos, porque la gente ha ido, lo primero que ha hecho ha sido ir a comprar pues, lo primero que ha visto,、eh, y están allí、eh, con las luces cerradas, las luces apagadas. Porque, claro, no pueden cerrar. Es el caso de a s i e z que le he grabado hace unos minutos, que estaba en una tienda de estas de, de bocatas de jamón. ¿Estáis cerrando vuestra tienda de bocatas? No,、eh, estamos cerrando、todo. porque no hay luz y no, y no podemos usar las cajas registradas. Hemos vendido lo que teníamos en efectivo, pero ya no podemos seguir atendiendo porque no van los cierres, no van las máquinas para lonchear, no va nada. ¿Y qué vais a hacer? Porque, claro, si no van los t i e r r e s Pues esperá a a que respondan los de arriba a ver cómo podemos cerrar. Y si no, es que no tengo noticias de nada. No sabemos qué hacer ahora mismo. Bueno, claro, pues, pues no, saben, no saben qué hacer、ah, no. porque no vienen los del turno de tarde, no pueden cerrar. En algunos comercios están llamando a cerrajeros para que les baje n las persianas y así por lo menos que se puedan、mm. ir. Y ahora mismo, que estoy aquí en Sol, donde las campanadas, para que la gente me entienda. Eh, me he metido aquí en un soportal donde hay bueno, un local,、eh, un, los vecinos, un conserje. Que se están tomando esto pues con humor. Tienen aquí unas empanadas y están diciendo que las la están subiendo de precio ¿no? para v e n d e r s e l a s a la gente según, según、claro. pasa el tiempo.、Eh, y hablando, claro, todos de cómo van a volver a sus casas. Porque, por ejemplo, Giovanni, el consorje,、eh, vive en Getafe.、Eh, Almudena también vive en Villaverde.、Eh, entonces, bueno, pues pensando, o b u e n cruzando todos los dedos. Porque se restablezca la luz cuanto antes,、Ajá. y si no pensando en planes e h Porque, claro, hay mucha gente pues, que, que no puede llegar a sus casas. Claro. Aquí en la redacción hay gente que se ha hecho、bueno. dos horas caminando sí, sí.、Eh, para llegar a la, a la redacción desde la, desde la. Bueno, tú no sé dónde venías. Mira,、mal? yo te cuento, ¿sabéis dónde me ha pillado esto? No. Grabando la cena de los idiotes. No puede ser. Estábamos en el espacio Cupra, allí rodeados、ah. de coches, se ha apagado la luz. Yo estaba en la mesa con. Elena f u r i a s e Sandra Barneda, Alberto Amarilla el actor, Manuel Javois y de repente se ha ido... A negro, todo aquello, y, y entre coches saliendo del espacio Cupra. <risa> íbamos con la maleta porque nos íbamos a Málaga. He conseguido llegar hasta t o c h a Me he encontrado allí con muchísima gente. Ya me he encontrado con Marisol Rojas, productora ahora 25 m i n o s mira, nos vamos andando como podamos a la radio. ¿El espacio Cupra dónde está? En, en Serrano, en la calle Serrano.、Oh. Ah, sí, es verdad. Un, es verdad, un es espectáculo en la calle Serrano sin semáforos. Los coches, bueno, bueno, bueno. Bueno,、eh... ha habido un momento desde la terraza de la novena que creo que hemos subido todos. Que la imagen era como cuando han dejado de funcionar los semáforos sí, al principio. Sí, sí, claro, después sí, la gente ya e s t tranquila. Pero quedaban coches cruzados en la sí, calle, sí, claro, o sea, parecía、claro. de, de auténtica película. No, momentos de mucho peligro. Sí, sí. ¿eh? La gente、sí, e s、pues, intentando、sí. cruzar este tipo de calles muy anchas y momentos de mucho sí, peligro.、Pues, ¿Ha habido algún instante parecido a la pandemia? Porque yo no sé si la policía municipal ha cortado, sí, ha cortado sí, la gran vía. s o r q la gran vía después ha cortado claro, la gran vía. n o、eh, s、sí, hemos、sí. encontrado de nuevo con de una gran vía, gran vía coches, desierta. Sí, coches. Coches. Yo quería saber cuál era la pregunta de la escena de los h i o t Es. La que iba a plantear yo. Claro. ¿Pero has llegado a grabar algo? Claro. Hemos grabado, pero nada, 10 minutos. Ah,、no、sé, bueno. ¿La eso... pregunta o cuál era ya? No, ¿verdad? no, porque es que la pienso reciclar, ¿no te la p u e g u n t a r Vamos. Pero digo, nada、ya. de spoiler. No, mira, o s p e d e s pensar otra. Llevo <risa> dos temporadas poniendo dile vaca a la semana como para gastar ¿Tota、un tiro aquí. No, no, hombre, no. <risa> Oye, que tenemos, mira, buenas noticias. Llegan buenas noticias desde Barcelona. Parece que se está recuperando algo la luz en el área metropolitana de、vale. la capital catalana. Radio Barcelona, Martín l u b é confirmamos, ¿sí? Sí, lo puedo confirmar. La electricidad Está recuperando en Barcelona y su、bueno. corona metropolitana. En concreto, Protección Civil asegura que las comarcas del Barcelonés, el Garraf, el Alpe Nedés, el b a l l Llobregat, el Valles Occidental y el Maresma empiezan a recuperar algo de alimentación. Esto sí, Protección Civil pide que en cuanto se empiece a restablecer el servicio, se haga un consumo responsable. Por lo tanto, importante.、Eh, Aún a tener este ahorro de energía. Antes ya se había recuperado la electricidad en algunas partes de、uh -huh. la provincia de Girona, en la selva del Ripollés, también en Uzona y el Vallés Oriental. Mientras tanto, pero Carlos, la circulación de trenes que continúa suspendida、sí. y para acceder a Barcelona en coche ya hay hasta 17 kilómetros de, de cola por la ronda litoral. Por lo tanto, las autoridades catalanas que、uh -huh. nos piden que se eviten todos los、claro. desplazamientos que no sean de, de absoluta necesidad. Aprovecho para recordar que este aviso es general por parte de la Dirección General de Tráfico desde hace unas cuantas horas. Que no se coja el coche si no es estrictamente necesario. Mira, claro,、déjame. los que estáñan en carretera mal lo tienen. Déjame que、Escuchas、te d i e c u c h a la radio una, y poco más, información, ¿no? r e a c i ó n con esta recuperación en el área metropolitana de Barcelona, mi hermana que trabaja en un hospital、sí. en el centro de Barcelona, en, el 2 de, en la calle 2 de Mayo, en el hospital de Croroja, acaba de llegar ahora la luz al hospital. Han recuperado la luz en ese hospital y eso es centro de Barcelona.、Eh, Marta. Un momentito. Marta ¿Ah, aquí estoy, aquí estoy. Sí, Marta d e l v a d o sigue ahí. Y Rafa Panadero, no sé dónde. Rafa Panadero, ¿vives?、Sí. Hola. Mirad, estoy cerca de una gasolinera que hay en San Bernardo. Lo que he hecho ha sido hacer el recorrido inverso al que Ay, hacía esta mañana. ¿eh? Porque y esta mañana me ha pillado el apagón yendo en la moto. He pasado por una ¿Ah? gasolinera, no he echado gasolina.、Eh, y un poco más adelante, ya en una esquina, cerca de la los ricos de、Lurito、San Bernardo, he visto que empezaban los semáforos a apagarse. Pero he pensado, bueno, un cruce. Claro, luego yo aparco y sigo andando hasta la radio. Ahí he visto que no había luz, que los comercios estaban apagados, que empezaba a salir. La gente a la calle, cuando he l l e g a d o a la radio, pues me he c r u z a d o con toda la gente que desalojaban por la escalera de los grandes almacenes que ha visto en la puerta de al lado, ¿no?、Uh -huh. Entonces he hecho ese recorrido hacia la gasolinera de vuelta a ver cómo había cambiado ¿no? en este ratillo, en estas tres cuatro horas, y me he encontrado dos grupos de personas.、A、Uno、ver. son los que, bueno, salen o intentan entrar a una de las pocas tiendas que sigue abierta, o los supermercados que siguen abiertos,、sí. y luego, y también hay muchos, los que están aprovechando el sol que hace estos días en Madrid hoy. Para tomar algo en las terrazas. Del primer grupo me he cruzado nada, muy cerca de la radio con un vecino que bueno, llevaba un par de bolsas cargadas y, mira, esto es lo que nos contaba. No, para nada, me tomó desprevenido y tuve que salir corriendo a por ello. Bueno, latas,、eh, sobre todo cosas que no vayan a l refri, ¿sabes? Conservado y ya. a Sí, agua también, sí, importante. Y agua también. Esto del agua me ha llamado la atención y le ha llamado también la atención al encargado de un, un gran supermercado, de una gran cadena, que hay un poco más adelante. Estos seguían abiertos. Él me decía que la gente se ha vuelto loca, que han acabado con la carne que había,、eh, que estaban sacando mucha agua también. Él decía, no lo entiendo porque el equipo sigue funcionando. Y que le recordaba lo que estaba pasando en tiempos de pandemia. Con esto de la pandemia en, en la mente, ellos lo que han hecho ha sido, bueno, no permitían acopio, s solo permitían. Una compra limitada a cada persona.、Eh, es un supermercado muy grande con dos puertas. Han cerrado, han, solo dejan salir por una y entrar por la otra para organizar toda la gente que llegaba. Y fundamental, ellos me decían: no, nosotros sí seguimos aceptando tarjeta s porque tenemos generador propio. Esto del generador está marcando la diferencia con el segundo grupo. que os decía que me he encontrado en las terrazas, ¿no? La primera escena, en una de l a p r i m e r a t e r r a z a que he visitado, había gente rebuscando en el monedero para sumar unas monedas y poder pagar la cerveza que se habían pedido porque no tenían tarjeta y se lo han dicho en ese momento. Otros se les veía más acostumbrados, estaban echando una partida de tute, me ha sorprendido.、Bueno. Y luego, más allá, en, en, en una plaza del centro, aquí en el barrio de Malasaña, una camarera me decía que efectivamente solo cobran efectivo. Pero que a pesar de eso, hay más gente que uno es normal.、Claro. Y ella decía que era lamentable ¿no? que, que, que a ella le p a r e c e a que en una situación así la gente saliera a las terrazas.、Bueno. Que, era, bueno, que estaba muy preocupada y que incluso no entendía que no les dejaran irse, irse a casa. Esta preocupación la he visto, es, es verdad. Está la gente preocupada, pero se lo toman con humor, por ejemplo,、ya. en una mesa un poco más allá, en otra terraza. Fíjate, o sea, una escena que me ha llamado la atención. Habían sacado una radio a pilas, había un grupo de vecinos、uh -huh. escuchando la radio, y bueno, esta era más o menos la conversación que tenían, escuchar. Es la que hemos encontrado. c u b a n el a r r i o Estamos p a r a d o s para esto. n e l o m u n i d c u a n a d e Tenemos unos cuantos vecinos cubanos y debe ser que están mejor preparados que nosotros no, de pilas, claro. ¿No? <risa> ¿sí? aú, aú, aú, aú. Bueno, yo he comprado agua, una garrafa. O sea, por si acaso. O sea, que... Yo he entrado al l í d e y cuando he visto la cola, había cogido una lata de sardinas y otra de mejillones. Y cuando he visto la cola. <risa> Las he dejado y me he ido. q u e s e a r r e g l e pronto porque digo, paso de la cola y me he venido al b a r con los vecinos. Bueno,、si、ya, es una preocupación grande. Esto te va a tener implicaciones a nivel a n informático. v e l i Yo me dedico a las redes,、si、ya te digo, o sea,、no. muy, muy, muy, muy serias. O sea, muy serias. Estamos ahora mismo vendidos, básicamente. Bueno, lo primero que vamos a comprar es una radio de pilas, que ¿Sí? no tenemos ninguno. Hay que invertirla, la vamos a comprar ahora. Sistemas de alimentación en radios、sí, y cosas que. No、sé unas velitas para poder leer esta noche, porque esta noche no se puede n v e r s e r i e s ¿Cuántas casas se, se van a quemar? Madre mía, c o m o h o y s e lo tomaban con humor, pese a esa bueno, preocupación sí, que d e n í a ellos, el informático, porque el, bueno, daba、eh, credibilidad a la opción de que haya sido un, un sabotaje, un ataque informático. Pero bueno, con humor, con esa idea de las、ya. velitas para esta noche, p o r si no vuelve la luz, por lo menos poder leer. Ya. e l humor, e l humor que no falte, pero mira, en cuanto a las causas de, de, del apagón, Javi, Javier Bañoles, ¿tenemos alguna novedad? Sí, bueno, vamos recogiendo, r e c o ¿no? g i e n d o、sí. más información,、eh, como siempre, con máxima cautela, por lo que os decía anteriormente, porque no hay nada cerrado, pero、eh, sí que es cierto que varias fuentes、eh, de seguridad nacional nos confirman, Carlas, que ya se está ampliando ese abanico de hipótesis sobre la causa del gran apagón. Evidentemente, ya hemos hablado de una, ese posible ciberataque,、sí. pero. No es la única, nos insisten, estas fuentes ya nos aseguran que se está n analizando también otra posible causa, entre ellas la sobrecarga de tensión por acumulación de energía, viendo el perímetro de afectación.、Eh Que recordemos e s solo la península, ¿Sí? eh, no tienen claro que sea un ciberataque, por tanto, así que nos piden, bueno, pues eh, eh, que sobre todo que. ¿Y sobrecarga que fiamos... por qué? O no bueno, sabemos. Pues, si, en sí, qué sí, nos zona, decían, qué de qué hecho,、motivo? estas fuentes nos mencionaban incluso que, bueno, que las fuertes lluvias de los últimos días y semanas, por haber sido una. Pero hace días que no l l u e v e Sí, sí, pero bueno,、eh, pero, afectado, pero ha caído, no, pero claro, ver... esa sobrecarga、eh, ha podido. Ya sabes, no sé, y e no, no soy idea, experto, no, no, técnico energético, yo tampoco, yo tampoco. pero sí que es cierto <risas> que a lo mejor la resaca en este caso. Bueno, estas fuentes sí que、pues、nos mencionaban en concreto el posible factor de, de las lluvias de las últimas semanas. n o Entonces,、eh, nos sé insisten、si、estas fuentes también que、eh, uh -huh, sobre todo、uh -huh. la ciudadanía huya al máximo de los bulos. Está circulando a muchos. Como,、eh, comentábamos antes también el tema de esas reivindicaciones falsas. Que de hecho,、eh, claro、ya no, temíamos n o sea. ¿no? que bueno, pues efectivamente algún grupo de, de iluminados puede aprovechar ahora mismo la corriente, la inercia. De, de lo que está ocurriendo, bueno,、pues、para u e s p poder hacer ruido. Sí que es cierto que España、eh, ha estado en el foco de esos ciberataques. De hecho, a q u í e n hacer, en marzo en concreto, comentábamos sí, que sí. solo tres días, 20 ciberataques a instituciones, a webs importantes como Casa Real, Moncloa, Departamento de Seguridad Nacional. Perdona, y la ser. Y l a ser, o sea, lo conocemos sí, perfectamente. Sí. Y de hecho, bueno, el, en febrero, sin ir más lejos, según el propio CNI, España fue uno de los países que más ciberataques sufrió.、Eh, no hablamos de nada grave, porque sobre todo hablamos de delegaciones de servicios. Sabéis que es, es básicamente saturar las webs para que no funcionen durante un tiempo. Evidentemente, no estamos hablando de lo mismo ahora、eh, en esa hipótesis de un ciberataque, pero bueno, que. El caso es que España sí que es cierto que está en el foco de estos grupos, sobre todo rusos, pero ahora mismo, como decimos, b、bueno, u、pues、estas n o p u e e s fuentes ya nos amplían el foco, el abanico sobre bueno, otras posibles hipótesis. Pues nada, pues vamos en, estamos pendientes ver, sí, de lo que nos sí, puedas aportar, sí, de, más, de cualquier novedad. Mira, vamos a, a, a marcharnos al hospital de Galdacao, donde tenemos a nuestro compañero de Radio Bilbao, John Egaña, con una historia. Bueno,、eh, John a r r a c h a l d e ó buenas tardes, ¿qué tal? a r r a c h a l d e ó muy buenas, Carlas. Cuéntanos. Bueno, yo te saludo desde el Hospital de, de Galdacao, en concreto desde una de las zonas que, que acoge uno de los、eh, tratamientos más, más delicados. Aquí están los y las pacientes de, de oncología. Están recibiendo quimioterapia.、Eh, lo fundamental para empezar es decir, resaltar la, la calma que, que en todo momento han tenido aquí todos los pacientes. Eh, la palabra generador、eh, ha funcionado como, como un auténtico bálsamo、eh, y, y después se añadía el apellido baterías al 100%. ¿no? Todas las máquinas están siempre conectadas y eso ha dado aquí mucha calma. Ha funcionado esto como una especie de, de oasis. Había luz natural,、eh, una jornada soleada aquí, parece una tontería, pero eso ha dado también mucha normalidad a, a todo, n o ha restado dramatismo.、Mm. Eh, y nos confirmaban en todo momento los profesionales, las profesionales, que la farmacia hospitalaria ha, ha trabajado en todo momento, no ha dejado de, de funcionar. Los pedidos en c o m e n d a d o s iban llegando, es verdad que en un momento sin ordenadores no se podían hacer más pedidos y han cesado, ¿no? pero no por falta de suministro, sino por falta de, de ordenadores. Nos iban aclarando todo en todo momento en, en oncología. Ahí sí que se han notado las consecuencias, cuando ya el ordenador no daba más de sí. Otras, pues ha habido pacientes que, que en paralelo tenían、eh, pruebas de rayos, tenían contrastes.、Sí. Y en función de la urgencia y de otras necesidades del hospital, pues、claro. se van a tener que quedar ingresados. Estamos en un hospital que tiene unos 70, 80 ingresos、eh, cada día, y esto pues, puede notarse de, de algún modo. ¿no? Esto dentro de oncología, dentro de quimio,、eh, fuera era otra cosa, ¿no? la sensación. Vosotros que seguís mucho e s a s correas de transmisión de, de las falsas noticias,、mm. eh, cuando las personas、eh, se juegan cosas de comer, pues, pues quieren calma, y cuando están en una para de a d taxis, en la para de autobús, en la cafetería, pues, pues las conversaciones eh, eh, giraban alrededor de otras cosas. Cosas, ¿no? Se oía mucho la palabra Putin、eh, y otro tipo de, de, de teorías、eh, que, que, sin entrar en ninguna conversación, he escuchado、eh, cada cual más, más、eh, alocada. Y otro tópico, quizá, pero los transistores. En un hospital, por, por, por、eh, motivos obvios, la media de edad es alta y, y ha habido un montón de radios.、Eh... Uy. ¿Se nos ha cortado la comunicación、eh, con j o h n E. c Gaña? El ¿no? hospital de Galdacao tiene la, la amabilidad de, de ponernos aquí. Ha vuelto.、Eh, A, a Marisa Oreja, que es la subdirectora de, de Enfermería, y Carlas、eh, ya te está escuchando para contarte cómo, cómo se ha gestionado todo desde el primer momento. Marisa, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oís? Sí, sí, te oímos, te, te, oímos, te oímos no perfectamente, pero te oímos suficiente para mantener una conversación. Oye, esto es lo más complicado que te ha toca gestionar en tu vida profesional. De acuerdo. Eh, bueno, eh, la verdad es que son situaciones sí, que te ponen un poco en jaque. Pero bueno, he de decir que, que todo ha funcionado según lo teníamos planificado. ¿no? Todos los protocolos、eh, que se hacen en situaciones en las que las cosas van bien, pensando en, en cómo se tiene que responder cuando algo va mal. Pues han, han funcionado correctamente, algo que, bueno,、pues、que, que nos hace estar enormemente satisfechos. ¿no? Es que es muy importante lo que nos comentaba John Egaña, ¿no? para los que no somos profesionales como vosotros del sector y no conocemos los detalles, el hecho de que haya protocolos y que todo el mundo tenga claro en situaciones de emergencia cómo actuar es definitivo para que las cosas salgan bueno, más o menos bien. n o Pues sí, sí, es importante tenerlo todo bien atado. Es verdad que nosotros,、eh, cuando ha saltado el, el apagón sobre doce y media,、eh, a los quince minutos ya estábamos、eh, el equipo directivo junto con nuestra directora gerente reunidos y bueno, pues analizando cuál era la foto actual, comprobando con las unidades que todos los grupos electrógenos habían saltado como tenían que saltar. Y una vez que hemos visto que la foto era de total tranquilidad y total normalidad, y que no había、eh, ningún paciente、bueno. pu puesto en riesgo. Pues ya te pones a pensar en el, bueno, ¿y ahora qué hacemos?、No? Eh, ¿Cuánto durará? Y es un poco lo que te mantiene en tensión, pero bueno, enseguida se ha ido、eh, recuperando la normalidad. Tenemos todavía algún centro de atención primaria afectado,、uh -huh. al igual que el resto de los municipios. O sea, pero bueno,、eh, la situación podemos decir que está controlada, que ha estado controlada en todo momento y satisfechos, como te estaba、bueno. diciendo, de que todo lo que hemos diseñado、eh, haya funcionado como tiene que, que funcionar para que nuestros pacientes estén. Atendidos en condiciones de seguridad. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti y a John por contarnos esta historia de una de las zonas de la península que está recuperando antes una cierta normalidad en el, en el día a día. En cuanto al acopio de. Eh, en fin, de, de agua, de pilas o de todo tipo de en fin, herramientas o instrumentos, eso que nos comentaba hace un ratito Rafa Panadero.、A、mí me viene a la cabeza, claro, todo lo que、eh, comentamos en su día con lo del kit de emergency g e n l p e el kit e m e r g e n c i a esta、no、pasado, mañana lo hemos recordado. Ha pasado sí, muy poquito、todos. tiempo, ¿no?、Sí. Era agua, pilas,、sí. bueno, pues claro, me,、sí. con eso tan reciente en la, en la memoria, pues era normal, era normal que, lo, que hoy pasara lo que, lo que ha pasado. Con una circunstancia tan poco usual como un apagón masivo de estas, de estas dimensiones.、Eh, por cierto,、eh, Paco Jó. Hola. Hoy no, hoy no hemos tenido ser deportivos. <ríe> no, no, obviamente no. Pero también ha habido alguna afectación. El, aparte de noticias que ahora podemos comentar, ¿eh? mm. en el mundo del, del deporte, ¿no? el, en, en el tenis, por Sí, ejemplo. por ejemplo, claro, se está jugando el Muto a Madrid Open. Se, se ha parado. Se ha parado.、Eh, claro, se ha ido la luz、eh, y había partidos、eh, programados para la tarde, de hecho, partidos para la mañana. Ha terminado de jugar Coco Golf, por ejemplo, que había ganado el partido, estaban justo en la entrevista. En ese momento se ha cortado、Tom. la luz, se ha cortado sí, la entrevista, sí, sí. se ha cortado todo.、Eh, esta tarde hay un partido de segunda división que cierra la jornada a las ocho y media entre la Almería y el Racing de Ferrol. Eh, sí, q u El e r a l Fin de Ferrol, si Palma ya está, está en, en descenso, ya Sí, está en primera federación con、eh, un frontal. Yo creo, no, pero es en Almería y, <risa> no, se, bueno, y、eh, parece que es de las zonas que podría recuperar la luz. Sí, sí, y、claro. de hecho, el r a l Fin de Ferrol está allí、eh, preparado para jugar.、Mm. El problema es la hora, que efectivamente, si no hay luz, pues obviamente no se puede、mm. porque a las ocho y media de la segunda parte no se podría jugar si no hubiera luz.、Eh, mañana hay un partido de baloncesto de Euroliga muy importante que juegan el Real Madrid、ah, y o、claro. l i m p i a c o s Bueno,、eh, claro. a estas horas es imposible porque lo hemos intentado. De todas las maneras posibles, saber si Olympiacos ha llegado a España para jugar ese, ese partido, porque viajan desde Grecia. Es un partido que, si el Real Madrid pierde, perdería la opción de estar en la Final Four. No sabemos hasta ahora si, si el partido se, se va a disputar. A las seis de la tarde hay un partido en n i o n entre el Transnospor y el Barça, que es la final de la Joust League. Estaba previsto que viajara j o a n la p o r t a El、sí. presidente del Barça se ha disculpado y ha dicho que no puede viajar a n i o n para ese partido, en donde el Barça se está jugando el título de, de alguna manera de los juveniles de, de la Champions. Y luego, dentro de los Detalles curiosos、eh, a lo largo de, de las últimas horas:、eh, Liverpool ha ganado la, la Liga sí, ayer, la Premier. Premier、sí. La última vez que ganó la Liga se desató la pandemia. O sea, y entonces, ¿En serio? Sí, Entonces、eh, ya la gente ha empezado no, a, a p r muy fino y han dicho: Bueno, la última Liga, la anterior, fue la pandemia, esta Liga, el, el apagón, y entonces nos ha venido a la cabeza otra teoría que hay con otra cosa, que es el Avelino. Que es un equipo que juega en Italia,、sí. que cada vez que asciende a una categoría fallece un Papa.、Uy. Y、eh, yo lo, lo tuve que mirar porque no me lo creía. Y es cierto, o sea, cada vez que asciende a una categoría diferente va falleciendo un Papa. Y ha pasado en, en el último siglo prácticamente. Así que nada, ya veremos si esto lo del Liverpool、eh, tiene más trascendencia, pero por si acaso, que cuando vayan a ganar una liga, no, no se、no、vayan a ganar una premiación. Yo me quedo con lo del Abelino, ¿eh? de la Belino, de verdad. ¿eh? Claro. En fin. John s o l é sigues ahí, ¿verdad? Aquí sí. Sí, hemos puesto música de contexto, ¿sabes? Para salir por un momento del, del apagón, que se haga la luz y que nos cuentes、eh, novedades de este conclave que ya tiene fecha.、Eh, 7 de mayo. Mira que el、sí. otro día me miraran con mala cara a mis compañeros porque el 9 de mayo tenemos una ventana en Pontevedra programada. p e r d o n a el 7 de mayo.、Eh, sí, sí, no, pero el 9 de mayo nosotros abrimos una ventana en Pontevedra, además por una historia muy chula, en la UNED, con radio, institutos, unos premios y tal, todo muy bien. Yo dije, cuando se pensaba que el c o n c l a v e empezaría el día 5, comenté, a ver si el 9 todavía no hay papa y nos pilla. Me dijo, ¡ah,、oh, exagerado! Bien, el c o n c l a v e、sí. se ha convocado para el día 7. Y el anterior recordemos que fueron dos días y pico, ¿o no, Joan? Sí, fueron dos días, o sea que hay muchas posibilidades de sí, que sí, efectivamente. Bueno. bueno, ese día, el 7 de mayo, se votará una sola vez. Si hay fumata negra, volverán a votar dos veces por la mañana y dos veces por la tarde en los cuatro días siguientes, o hasta que un candidato alcance los dos tercios de los votos y se produzca la fumata blanca. En el peor de los casos, si después de tres días de votaciones no han elegido un papa, los cardenales dispondrán de un día de descanso. Pues para reflexionar, este ciclo、mm. de cuatro días, tres de votaciones y uno de reflexión,、pues、podrían u e s p repetirse hasta siete veces como máximo. Y si aún así no se lograra un consenso, pues algo que parece poco probable,、mm. se procedería después a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados hasta aquel momento. ¿no? Mm. Siete votaciones bueno, hasta、sí. ese resultado. El, el, los... el reglamento prevé, eso. Ver,、sí. el reglamento sí. prevé eso, pero r e c u r d a Recordemos que en los últimos、ya. años, p、pues, u、eh, en s、uh, e dos o tres días,、ya. se ha conocido. Hubo fumar. Oye, Juan,、mm. eh, ¿cómo se llama esto que han hecho las、eh, congregaciones? Las congregaciones que, esto es un poco como las primarias en, en política, quiere decir, <risa> a, ahí no se vota, pero sí se, se dibujan perfiles ya. O sea, claro, se, claro. se descartan en, de alguna manera nombres, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto.、Ya. ¡Ay! O a nos ha c o r d o la vista. o s cardenales、no. discuten, discuten en las congregaciones sobre el futuro de la iglesia y el perfil del futuro papa, pero、no. luego, bueno, pues hay momentos mucho más distendidos a la hora del almuerzo o de、mm. la cena. No todos los 250 cardenales se alojan en Santa Marta, que era la residencia de Francisco.、Uh -huh. eh, lo han echado a suertes, esto es bastante divertido. ¿Ah, sí? Y muchos se han visto obligados a alojarse en hoteles cercanos al Vaticano, ¿no?、Bueno. Y fíjate que es ahí, en el t r a n s c u o ¿Cuál es tránsito De estos cardenales en el tránsito entre el Vaticano y los hoteles, cuando los periodistas podemos hablar con ellos. Bueno, hablar es un decir. Muchos no abren la boca, otros piden silencio. No,、eh, no nos n o cuentan nada sustancial, entre otras razones, porque han jurado mantener secretas las deliberaciones de, en las congregaciones cardenalicias. s、sí、i nos ha sorprendido, por ejemplo, el cardenal Osoro. Para él, estas reuniones ya se podrían terminar en ese momento, porque él. Ya ha decidido a quién sí, sí. va a votar. n o no, Así nos lo dijo,、eh, que ya había decidido a quién iba a votar, aunque por supuesto no nos dijo a quién, concretamente no nos dijo a quién había elegido. o ¿no? n Oye, hay todo tipo de nombres, ¿no? Es que a mí me da un poco、sí. rabia hacer quinielas con lo s del Papa porque es un poco absurdo.、Si、sí, es, es un poco aventurado. Si ya, si ya es aventurado hacer planes en la vida,、eh, lo de hacer quinielas con los Papas ya ni, ya, ya ni te cuento. Yo, la primera quinila e que hizo Jean Solés, digo, como siga un poquito más, puedo salir yo, ya, porque la cantidad por de nombres era tremenda. No es necesario ser cardenal para ser、no, el diputado. No, por eso、papa. te digo, y a mí me bautizaron, o sea que、no. aunque ahora vivo como vivo, pero. Bueno, es un poco aventurado porque depende de estas conversaciones. E incluso discusiones encendidas en el seno de las congregaciones generales que seguirán celebrándose pues hasta el día antes de, del cónclave. La elección del futuro pontífice dependerá de si los cardenales optan por la continuidad de las reformas que inició Francisco o de si, o de si por el contrario, optan por echar el freno a estas reformas, n o como quieren, como piden los cardenales más conservadores, especialmente aquellos de Europa ¿eh? y de los Estados Unidos. Si finalmente se Se imponen estos últimos, el futuro Papa podría ser el cardenal alemán Miller, el holandés Eich, O el italiano Bañasco.、Yeah. Si se imponen los reformistas, el candidato podría ser Zuppi, presidente de la Conferencia、no. Episcopal Italiana, el argentino Fernández, actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o el filipino Tagle, muy popular entre los jóvenes. Tan popular que estos días, aquí en Roma, tomando café en una, cerca del Vaticano, según hemos podido saber, manifestó que estaba aterrorizado por la dificultad. difusión de un vídeo que lo hace mucho más popular todavía, ¿no? Se trata、ah, de una actuación sí, sí. de hace cinco años de todo un arzobispo de Manila sin hábito, en pantalones y en manga de camisa, con un sencillo crucifijo de madera en el cuello, cantando en un local、eh, Imagine de John Lennon. Creo que podemos escuchar. Sí, sí. pues no lo hace no、todo. lo hace nada mal mira, no, escucha no. escucha <ríe> Pero no sé por qué se horroriza. Joan,、eh, Joan pero desde no, luego no, no. Para, para Miller, que es、eh, uno de los candidatos, digamos, reaccionarios y casi preconciliares, bueno, un hombre como este es un hereje, ¿no?、Más、Totalmente. No, no, no. Hemos dicho que era Tagle el que se manifiesta aterrorizado sí, sí. por la popularidad que le da este. Claro,、video. claro. Incluso sí, sí. entre los cardenales, ¿no? Aunque la mayoría de cardenales Uy, son bastante ancianos, que, mucho más ancianos que Tagle, y en su mayoría, pues su mayoría se inclina. Candidato de consenso entre los defensores y los detractores de las reformas de Francisco. Y este candidato de、mm. consenso podría ser. El moderado secretario de Estado actual, el Cardenal p a r o l i n ¿Paco Jolimagin esta versión nota, nota no está.? Un... No, no, el final,、ah, el vale, final vale, de、ah, la、vale. versión. O sea,、ah, me parece que canta bien, pero que en el final.、Ah, el tiene、verdad. que al final,、ah, el final, sí. al final. Sí, al final, yo al final, yo final creo que desafina、sí. un m o m e n t i o Ves como tengo buen oído yo. Es como que te m e t e n un gol en el último minuto. n o Totalmente. ¿sabes? O sea, al final has hecho todo el esfuerzo para claro, llegar al final del partido bien, pero al final, justo en el último. Pero bueno, está entrenado para cantar el key de Eyson en el Vaticano. Ah, bueno, entonces ya. Muy bien. Oye, Juan, nosotros estamos a lo que estamos, con el apagón. Fundamentalmente, pero vamos,、claro. cualquier novedad、eh, papal, pues ya sabes que tiene su、eh, vía abierta. Cuídate de todas mucho. Formas, fíjate ¿Qué? fíjate ¿Qué? que、eh, <risa> en estos momentos la primera noticia en Italia, en todos los medios de comunicación, es la interrupción del servicio eléctrico en España、claro. y en Portugal. n o、claro. Esta es la primera noticia. El cónclave pasa a ser la segunda. ¿Cómo se dice a p a g ó n e n italiano? ¿Apagone?、Eh, no, no, no, no, sé. no no, No, no, no. a y e seguramente. ¿Cómo, cómo? Sí. Eh, eh, se utiliza se utiliza la palabra en inglés.、Eh, blackout. El,、eh, blackout. Sé, pero el italiano debe tener、sí. algo más, ¿no? Quiere decir. Bueno, si te acuerdas, no lo dices. Eso s No, no, mira, fey, acabo de fey, buscar es en el diccionario apagado en italiano s blackout. Blackout. p u e Sí, s、sí, no, sí. no, no, no me parece, parece bien.、Mentira. A mí tampoco. Coño, Pasar del de、no、latín、no. al inglés. Lo que pasa、no. es que lo dicen así, juntando los dedos, y dicen blackout. No, <risa> seguramente porque no existe una traducción, no existe la palabra exacta en italiano. Pues ya la podrían haber buscado si lo han tenido. ¿sabes? <risa> Tiempo han tenido para hacerlo. Sí, sí. Un abrazo, Juan, cuídate mucho. A vosotros, b u e n a s t a r d e s Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Dónde estás, Miguel Ángel? A ver, c u é n t o Bueno, pues, pues ahora mismo, un poco、eh, pues、intentando conciliar con la situación de la red eléctrica actual en la calle del Desengaño, que、eh, <risa> he pasado hace, hace unos instantes.、Eh, por... Bueno, acabamos de ser testigos de un rescate feliz,、eh, con final、A、feliz,、ver. eso sí. En, en la calle de la Reina se encontraba, pues bueno, conocéis, os situáis, calle de la Reina, sí, sí. la fachada de del Hotel Oscar, totalmente sí, acristalada. Sí, sí, sí. Pues en el séptimo piso, desde las 12 y 20 de la mañana, Se encontraba colgado、eh, un limpiacristales, Mohamed, que ha necesitado, ha precisado cuatro horas, ¿Eh? ha estado colgado cuatro horas en el, en el cristal, en el cajón de limpiacristales, cuatro horas hasta que han venido finalmente los bomberos de Madrid y haciendo uso del, del camión y una eh, escalera. Eh, De estas que, que se extiende hacia alturas prácticamente imposibles, pues le han podido rescatar. Nos ha dicho, o n ha dicho que nos ha confesado que no ha pasado miedo, que u que、bueno, que está n o que e acostumbrado a las alturas y no. que no ha sido un problema para él el tener que estar tanto tiempo ahí colgado del séptimo piso. El problema、eh, suyo también es que intentaba, como también han colapsado las redes telefónicas, intentaba avisar a su jefe, y nadie hacía caso y finalmente pues los bomberos de Madrid le han podido rescatar hace escasos minutos. Cuatro nos ha estado colgando ahí arriba. Bueno, estamos viendo también,、eh, hemos pasado por algunos, porque v e s que lo s Supermercados muchas tiendas están cerradas. Lo que permanece abierto son los bazares chinos.、Sí. Eh, y, y hemos visto colas s p u e para poder comprar pilas para los transistores y las linternas. Linternas. Velas y radios, aparatos de radio analógicos claro, claro.、Eh, que, que la gente p、pues, u está e s intentando adquirir para mantenerse informada. Y, y bueno, esas pilas, pues yo he podido hacerme con un juego, por lo menos, para poder escuchar pues,、claro. la radio, poder seguir la, la transmisión en directo, porque los métodos、eh, ya habituales que estábamos utilizando、uh -huh. a través del teléfono móvil, pues estábamos teniendo verdaderos problemas. Tuve p r o、claro, e m el día de hoy. b a z a r e s chinos, donde me imagino que todo el mundo estará pagando, bueno, claro, no de otra manera, no, pagando con dinero en, en, en no, efectivo. No, no, no, no. En efectivo, no. claro, claro. No, no, no, claro, yo, claro, yo, no, aquí abajo se está pagando con tarjeta. ¿eh? ¿Dónde? Eh, ¿Dónde aquí a b a j o no. De los bazares chinos ¿Sí? aquí abajo se ha pagado con tarjeta、ah, bueno, porque, porque tenían el、claro, generador también. Claro, como el supermercado、correr. que antes、Correcto. comentaba, antes no, no, comentaba están, Rafa. Están muy,、sí, sí. muy, muy, muy d i v e c s i f i c a d o s ¿Tú qué has visto, Miguel Ángel, efectivo o con tarjeta? En, en el de barquillo en el que he podido comprar yo las pilas con efectivo. ¿eh? Yeah. Con dinero en efectivo.、Uh -huh. vale. Es d lo, lo que hemos pagado. ¿Y quedaban pilas todavía? Sí, aún quedaban ahí. En el de barquillo aún quedaban y podía hacerlo、bueno, pues, con un par de jugadores. <ríe> par... si, si, si esto、muy、se a l a r g a a d e más mucho, pues podremos seguir teniendo. Es el día de los sistemas、Autónomos. alternativos. Pilas, sí, sí. gas, sí, sí. velas. Cerillas. Claro, es claro. que esta es otra, porque、claro. no se puede, los que no tenemos gas no se puede cocinar. Claro, claro. claro. Decir, he hablado con una amiga de Cambrils hace un rato,、sí. un poquito antes de empezar la ventana, y dice: Pues ni tan mal, hemos hecho la comida en la barbacoa. Claro. Digo, bueno, pues mira,、claro. no claro. no, es una no, manera sí, de buscarse、sí. la vida, sí, ¿no? Sí. Y, y menos mal que estamos en un buen día, porque、eh, según vaya avanzando, pues el agua caliente en muchas. Es que esa es otra, la ducha con agua caliente, vayámonos olvidando, que a lo、Totalmente. mejor toca agua fría la siguiente vez. De la cantidad de cosas de las que dependemos, sí, sí. que、si、somos、no、muy buenos. No somos conscientes. Totalmente. Hoy es un día de radio, de radio a tope, de Radio pura y dura y, de, de, y de, de, de radio, radio, de, de pilas, de radio、eh. a pilas y de, y de ir contando historias, porque la situación es tan excepcional que lo que hay que ir haciendo es acumular episodios para ver cómo se busca la vida de la gente y qué le ocurre. n o Radio Zaragoza, Pilar García, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tenéis, ¿tenéis luz en Zaragoza ya?、Eh, no, no, en Zaragoza、Obviamente. no, pero por ejemplo en Huesca sí. n o e s c a n d h u es c así nos estaban contando los compañeros? También han contado hace un ratito、eh, con la voz del alcalde que en Jaca, a las 2 y 35 minutos, ha debido de ser una de las primeras poblaciones、uh -huh. del país que ha recuperado la luz. Y bueno, pues poco a poco, un poco de paciencia nos toca tener, ¿no? En este capítulo de episodios y de historias que comentaba yo, ¿qué nos aportas? Va, venga. Pues mira, nosotros hemos salido, nos hemos acercado hasta el Miguel Servet, es el hospital de aquí de Zaragoza, y la verdad que todo el recorrido p、pues, u era s e una imagen distinta: pues、eh, guardias de tráfico ordenando el tráfico, el tranvía parado y sobre todo el bulevar y todas las aceras llenas, repletas de estudiantes que salían de la universidad, del instituto. Todo el mundo estaba mirando su móvil, todo el mundo hablando y comentando el apagón, pero nos hemos encontrado con un chico que. que Me ha llamado mucho la atención. Un chico de unos 17 años con una radio no cogida de la mano, no, sobre los brazos, una radio vintage, blanca,、oh. recién cargada de pilas,、oh. como estáis comentando, y siguiendo así todo lo que pasaba. Nos lo explicaba él.、Eh, bueno, no va a internet y nada. Y tenía esta radio en casa, he ido a comprar pilas y de paso he venido por aquí que salen mis amigos a, a verlos y tal, por si esto es a larga. Y bueno, y resulta que he p a s a d o por ahí y estaba escuchando la radio y al lado estaba hablando el, el de la radio. Sí, sí, estaba, estaba emocionado. Estaba emocionado porque además veníamos del hospital Miguel Servet、bueno. y entonces estábamos allí haciendo、sí. directos, etc. é t e r a、sí, sí. Y claro, y de repente. El c h u f a su radio, se entera de todo y estábamos precisamente los que él estaba escuchando. <risa> ha sido muy gracioso. Estaba pensando bueno, con esto que decías,、eh, Pilar de Huesca, sí, Zaragoza, ¿no? Estaba pensando、ah, en el d e r b i futbolístico、fútbol. de ayer, oh, oh, oh, oh. Sí, sí, sí. en el empate, el empate que no satisface a nadie. Porque、Menos el Zaragoza, al Zaragoza. El Zaragoza está ahí mirando al precipicio del descenso y el Huesca que quiere meterse en los playoffs. El、sí. empate tampoco, pero bueno. Bueno, que quedan opciones. Que sí, quedan sí, opciones, sí, sí、claro. que d a n opciones para todos. ¿Para sigue,、otros? sigue, perdona, que te he cortado, Pilar. No, sigue, no, sigue. Te decía que estábamos en las puertas del hospital y bueno, este chico nos ha visto entrar en directo, etcétera, pero también de repente vemos pues a un grupo reducido de familiares, parecían, y pues uno de ellos、eh, respiraba profundo. <ríe> Mostraba sorpresa, cansancio, total, que me ha acercado y me dice: Uff, es el día peor de mi vida. He tenido que ir a rescatar a unos trabajadores suyos que estaban en un ascensor, otros que estaban en una nave, pero es que lo peor de todo, o lo mejor, porque al final ha terminado bien, es que estaban operando a su padre a corazón abierto、uh. en el hospital Miguel Servet, justo cuando se ha ido la luz. Si os parece, lo escuchamos también,、oh, se、bien. llama Miguel. Bueno, estaban operando a mi padre justo del corazón y b u e nos n o hemos ido enterando de que no había luz y tal. Y menos que m a l que pues eso, los quirófanos y las UCI s y tal tienen generadores, porque claro,、eh, es un momento estresante en tu vida y se junta el que de repente empiezas a enterarte de que no hay luz en toda España, en Portugal. Bueno, pues esto lo contaban ya cuando、oh, los ascensores funcionaban. Qué susto. Y, sí, sí. Y los grupos electrógenos, pues estaban permitiendo operar. No se sabía、mm. qué, qué puede pasar esta tarde, si se suspende algo, pero, pero desde luego se estaba, se estaba atendiendo todo de la mejor manera posible. Muy bien. Pilar García, compañera de Radio Zaragoza, un abrazo muy, muy grande. Otro. Y、años. ánimo, ¿eh?、Yo、es que cada、sí. cosa que escucho sí, sí. Me, hace, me hace pensar en, en las otras cosas que vamos contando día a día y que ya forman parte, digamos, de.、Sí. De inventario, ¿no? Es decir, la situación que están viviendo en Gaza desde hace tanto、oh, tiempo,、señor. con hospitales siendo atacados sí, y sin la posibilidad de tener planes B o planes C como los que tenemos en un país desarrollado como el nuestro, ¿no? La situación que viven en Ucrania cuando hablamos del de e bombardeo de centrales eléctricas. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente un arma utilizada sobre una central eléctrica p u es es un arma de guerra contra toda y, la población. Y sabiendo, Isaías,、claro. que esto va a durar unas horas, más, claro, menos, en algunos claro, sitios, sabiendo, sí que e s t o viendo, pero sabemos Que en las horas que s e a recuperaremos la normalidad, que quedará en una anécdota que recordaremos todos el gran apagón, que no es el caso、no. de la gente en Gaza, que no es el caso de la、Absoluto. gente en Ucrania. Es decir, que me parece, me parece muy importante. Y en la otra cara de la moneda, Paco j o aquí Francino hablando ha de, de que todas las posibilidades están abiertas para algunos equipos, pero、la、tanto、verdad. él como Ángels esta mañana tienen una sonrisa, una cara de felicidad. Yo no, me sé, veo, no sé por qué. Yo sí,、sí. igual que siempre. Sí, no s q u e s i e m p r e Incluso lleva una camiseta que pone. Eso es, eso es. Pero, pero esta、eso、camiseta es. de la hostia、eh, hoy puede servir para todo. Sí, puede servir para muchas cosas. Para ¿verdad? el Aragón, para el Papa. Y en realidad y, casi y, todos y, los días y, vale y, para y algo. Y, sí, exacto. Sí, sí, sí,、no. sí, sí. Qué partidazo, sí, partidazo el otro día. ¿eh? Partidazo sí, una, espectacular. Una, una, una pena lo del final. Que tampoco hay que magnificar. Fue un momento de, de, de, de, de, de súper nervios, de, de, de frustración, de tal.、Un、poco, pero, joder, feo Francia, Muy feo. feo、eh, ¿no? Un poco, feo, ¿eh? un poco yo, no. Hombre, tiro al blanco con el árbitro no se puede hacer. Ya que me la pones votando, yo hoy en Ser Deportivos estaba convencido de que. y v a m o s a hablar de lo bonito que fue todo lo que pasó en el Césped. e、sí, s decir, de los 120 sí, minutos que fueron tremendos, de, de un fútbol sí, de sí. la envidia de Europa y de la vergüenza de antes y de después. Pero es que incluso para c o j o el final del partido, es con que... ese pasillo que hace el Real Madrid,、uh -huh. perdón, al Barça,、uh -huh. al Real Madrid, pasando todos, sí, Ancelotti. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ese final, sí, sí. hemos vivido, recuerdo, finales donde algunos jugadores se han quitado la medalla, se han sí, arrancado sí, sí. la medalla sí, sí, de subcampeón. Sí, sí, sí. Es decir, el final fue muy bonito. l lástima final de eso. Hubo un momento en donde parecía que la tensión podía estallar, pero Ancelotti se abraza con Hans. Sí, y Vinicius se va a saludar a todos los jugadores del Barça Como se tiene q uno e hacer. u por uno.、Sí、en, re, señor. en realidad, como se tiene sí, que hacer, señor, pero,、claro que, que sí. pero que es verdad que Ay, eh, hoy, eh, antes del gran apagón,、eh, <risa> se hablaba de la envidia que nos tenía Europa sí, por、señor. el fútbol y del、eh, sentimiento peor que despertaba lo de antes y lo de después. Pero que realmente pero lo de antes y lo de después nos tiene que hacer los ex. Lo de antes. Lleva lo de después, ¿eh? Por p s u u Estoy、supuesto. absolutamente convencido. Por supuesto, ¿eh? por supuesto. Por o sea, supuesto. esa presión, esa cosa, luego desemboca en una frustración mal controlada. y Aquí, a si、bueno. quieres, hago de Isaías a la inversa.、Eh, <ríe> si, isaías a la inversa. Sí, porque yo extrapolo lo que ocurre en el fútbol y lo llevo a lo que ocurre en el, en el deporte. Si estamos en un momento radical en, el, en el, la vida en general, en donde vemos、yo. a t r u、eh, m s autocracias, etcétera, etcétera, lo que acaba funcionando en el deporte es más o menos lo mismo. Exacto. El deporte siempre recoge lo que, lo que está pasando en la sociedad sí, y desgraciadamente nos. Estamos encontrando con una sociedad que refleja en el deporte lo que está sucediendo en la puerta. Es la lluvia fina que. Pues decía está ya calado. Algún i n c l i t o efectivamente. e n t o n c e s al final, la lluvia fina、eh, acaba calado. Momento, momento para saludar al capitán. Mira, hablando de, de equipos de fútbol. No, no me mío con eso.、Ah, no sé, e capitán de todo por la radio, t o n i Martínez. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy preparamos todo por la luz, entiendo, Hoy, ¿no? Na, no, no, todo por la radio, desde luego no. No, no, y no vamos a hacer todo por la luz,、eh, todo por la radio. Vamos a, vamos, bueno, vamos a ir hablando lo que tú digas, claro. Pero、eh, hoy un, me iban llamando los, los colaboradores, los que, d ó n d e están, claro. Cada uno de esta, oye, yo es que estoy en la carretera volviendo de Zaragoza y no, no, no, no puedo poner gasolina. El otro, pues que、claro. estaba en Vila de c a n s e no puede coger el tren. El otro que no tenía cobertura, claro, la. la La, entonces, a cada uno、pues、le iba diciendo: Bueno, pues vamos a, hacer, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo demás allá, y al final les he dicho: Mira, no vamos a hacer todo por la radio. Entonces, estaremos por aquí, los que puedan estar, están. Como diría José María Aznar: El que pueda hacer que haga. Que haga. <risa> Y, y bueno, y vamos charlando porque yo creo que la prioridad hoy, hoy la prioridad es saber qué es lo que está pasando, saber qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Y por qué ha pasado lo que está pasando, porque todo, todo el rato estamos diciendo, y con razón, que no hay que alimentar el bulo ni hay que alimentar. La hipótesis del de ciberataque, pero esa hipótesis no nace del cielo, no, no, sigamos, sino nada, que、vamos. llevamos unas semanas escuchando al presidente del gobierno y, y diciéndonos que hay que reforzar el aumento、sí. del gasto en defensa y en seguridad. Porque podemos ser víctimas de un ciberataque, pues pasa esto y todo el mundo dice ¡Bum! Un resplandor y hace ¡Bum! ¿no? Todo el mundo e s t automáticamente、sí. en esto. ¿no? Yo lo que espero es que mañana los especialistas secundarios logren localizar al que ha pisado el cable. Exacto. Es, sí, por esto, ejemplo, esto, por... a por... lo mejor ha sido una vaca, como aquella mejor, que s e m p r e A lo mejor ha sido a a la vaca. Eso, es, eso, es, eso es, al final fue una vaca. Sí. Igual sí. es una vaca rusa,、sí. pero、Exacto. igual、sí. es una vaca.、Sí. Que por、sea、cierto, que sea, Isaías que, al que, revés es ahí, a s si no lo había pensado yo nunca. Pues es difícil de decir. También ¿Cómo es, Tony? ¿Cómo es? s o y así. Saí así. Saí así. a í o n que s e a Soy así, pero en calle. Mi nombre solo tiene tres letras, pero revueltas. Sí, sí, no está mal. Son como las trizas de j u l i o i g l e s i a s o y e dejadme terminar esta primera hora de la ventana. Ahora pondremos anuncios, que hace rato que n o ponemos, coño, estamos en la radio. Luego haremos boletín de noticias, tal cual, a las cinco, a las cuatro en Canarias. Y seguiremos en esta edición especial de La Ventana, con la mirada puesta fundamentalmente en las consecuencias del apagón. Pero dejadme terminar esta primera hora de ventana, además, ya que está Pacojo, ya que está aquí la voz de los deportes, con, con algo, con algo muy concreto. c u a n el l g b o m e u d a y n c o l i n a n h a r s e t e Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me. サブスキンは、たくさんのファンのファンのフ e ンのファンのファンンのファンのファンのフンのンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンンのファンのンのファンンのファンファンのファンのファンのファンのファンのファンのンのファンンのファンのファンのフンのファンのファンのファンのファンンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのフンのファンのファン Al、amparo de Michael Robinson, la tele en el día después y todo aquello, presenta un libro cuya última página es una fotografía de ellos dos en moto moto con Sidecar. Con sidecar. Va Michael en el Sidecar y, y Raúl conduciendo la moto con gafas estas de, del siglo pasado, que es, un, es una delicia verles y b u e nos n o sirve para recordar a un amigo al que echamos mucho de menos, de verdad. When you don't have no f r e e l o a d e r s I t to get their kicks i Well, that's nobody's business. The way that you wanna live, I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. La ventana con c a r l ダメダメダメダ i n o Lying awake, intent, I'm turning in on you If I was young, it didn't stop you coming through Oh, oh, oh They took the credit for your second symphony r e written by machine and new technology And now I understand the problems you can see Oh, oh, oh, I met your children Why did you tell them video killed the radio star? Video killed A las 5 o 10 minutos de la tarde, a las 4 o 10 en Canarias. No es por chinchar a nadie, pero hoy es uno de esos días donde recuperar la letra de esta canción genera una alegría especial. Porque hoy es un día de radio, de radio, de radio a tope. El, el vídeo no acaba matando a nada ni a nadie. Y aquí seguimos en un tiempo de especial informativo que, desde poco antes de la una de la tarde, hemos puesto en marcha aquí en la cadena Ser para seguir todo lo que guarda relación con este apagón informativo que ha paralizado el país, que ha afectado a toda la península y que poquito a poco va volviendo a una cierta normalidad. Hemos informado hace unos minutos de eh, eh, territorios, ya sobre todo por la parte norte de la península y algo también por el sur, que están recuperando el, el suministro. Y recordemos que el cálculo oficial efectuado por r e d e l é c t r i c a desde el comienzo del incidente lo cifraba entre 6 y 10 horas. O sea que vamos más o menos de acuerdo con el timing previsto. Hablando de timing, dentro de cuatro minutos, en principio, Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tiene que comparecer、Carlos. el presidente del Gobierno para, suponemos, aclarar la gran pregunta. Es por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido y si la tesis del ciberataque, que en un primer momento nos vino a todos a la cabeza, tiene visos de ser realidad o no. A las cinco y cuarto, Carlas, está prevista esa declaración institucional del presidente del Gobierno, que ha estado reunido、eh, previamente con el Consejo de Seguridad Nacional, diez ministros,、uh -huh. también el jefe del Estado Mayor de la Defensa, la directora del CNI, la directora del Departamento de Seguridad Nacional. Ha habido una reunión de urgencia para abordar todas esas preguntas que llevamos ya horas haciéndonos aquí en la cadena. Hemos preguntado si el presidente o el gobierno sabe ya la causa、no. eh, de ese apagón. Nos dicen que hay que esperar a la declaración del presidente,、claro. evidentemente. Hombre, para, han, han pasado unas cuantas horas ya. ¿eh? Han pasado ya、Quiero、horas. q u i e r o decir, atendiendo a la complejidad de un episodio de estas características, pero ya. Iría siendo hora de, de tener una explicación oficial. n o Hay otros、eh, gobiernos que, que están ya apuntando algunas causas y algunas、sí. razones. El propio presidente ha estado previamente a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, también en el Centro de Control de Red Eléctrica、eh, por la sí, mañana, sí. también con otros miembros del gobierno. O sea que esperamos en los próximos minutos poder、no. empezar a contestar algunas de, de esas preguntas. Sin、eh, ningún afán de urgencia ni nada parecido, pero ahora mismo lo del ciberataque parecería. Que pierde un poquito de fuerza con respecto a otras opciones. Pero, en fin, lo veremos dentro de un rato, pero es, es por comentar. Eso es, ¿no? sí, sí,、vale, sí. Es,、vale. es lo que también comentan algunas de las fuentes que hemos estado consultando,、vale. pero siempre、eh, destacando y diciendo que lo importante es dar información、eh, contrastada y no adelantarse、vale. a, a ninguna posible hipótesis. claro. Muy bien. Claro, en un día como hoy, y cuando pasan cosas estas, esa Tony Martínez me dará la razón. Bueno, yo creo que me la dará.、Eh, pues, <risa> seguro no, que sí, seguro claro, que sí. Claro, no, es que hay mucha gente, por ejemplo, cuando hay una desgracia. O cuando un equipo gana un título, o España, Eurovisión, yo qué sé,、que、un día que es especial por algo, coño, la gente compra lotería. Yo, yo no sé si hoy, pero fíjate, creo que Marta d e l v a d o Está con un lotero en Madrid y a lo mejor puedo confirmarlo o desmentirlo, no sé yo. Marta, ¿dónde、ah, estás? Pues mira, seguimos aquí en el centro, en, la, en Sol. Estoy con Manuel, con un lotero que hoy, desde luego, no ha podido vender nada. Hola, Manuel, l b u e n a s t r d e s a、ah, d A las doce y media, sí. Sí. <risa> <risa> <risa> hasta que ha cortado la luz. Claro, claro.、Y、a partir de ahí, nada. Decías que, que poco a poco se iba restableciendo la normalidad. Aquí lo único que hay de normal son pues, los turistas que vemos algunos con, con sus sombrillas, con sus maletas, pero por lo Además, Manuel, tú que llevas aquí 16 años, me has dicho trabajando,、uh -huh. esto no lo habías visto antes. No, Te r e c u e r d a un poco la pandemia. Nada más que la pandemia, cuando nos、eh, evacuaron todos para casa y、uh -huh. nos encerraron. Pero lo demás, esto en la vida lo he visto: un apagón de luz y un bajón así de brazos cruzados tanto tiempo. n o Ya, pero yo supongo que el número, digo yo, a la fecha, ¿eh? 28425, a lo mejor a partir de mañana、eh, pues... tienes ahí un, una riada de gente pidiéndotelo.、Pues No te digo que no, <risa> <risa> seguro que más de uno ya estará pidiendo información de, a ver de dónde está ese número para comprarlo. Porque esos mecanismos funcionan, ¿verdad? ¿O sí, ¿o sí, sí, sí. Eso es un corre y ve y dile que, que, corre, que se va de boca en boca y al final sí se buscan los números y las fechas estas. ¿Te ¿Has repartido algún gordo? Ya que te tenemos en antena. Sí, algún、como. que otro. s í、sí. o no, o a y e aquí ya, ya, ya llegado. No lo digas así como si fuera una cosa normal. <risa> Hombre, después de 80 años que lleva el t e n d e r e t e abierto, <risa> ya, sí, sí ya. se ha dado más de un premio. Muy, bien, muy ahora, bien. Ahora, Carlos, estaba pensando, Manuel, cómo hacer para. Para volver a su casa, porque claro, estaba aquí aguantando la administración cerrada,、oh, aguantando、claro. a que su compañera d e turno de tarde、uh -huh. iba a venir, que ha tardado la mujer más de tres horas sí, en llegar.、Eh, nos ha contado pues,、eh, escenas de que la gente estaba haciendo autostop en, en, en atascos, ¿no?、Eh, sí. en, el, paseo, en el paseo de Extremadura bajaban andando y haciendo todo esto para ver si les cogían y podían llegar、bueno. a, a Madrid. Muy、sí. bien, pues nada, pues Manuel y Marta.、Eh, ah, sí, Manuel,、también. gracias por a s o m a r t e a la ventana.、Uh -huh. Y Marta, vuelve a la radio ya. Y, Cerramos un poquito aquí antes de que bueno, que te vayas. No sé cómo llegarás a tu casa. Pues pero... lo que le estoy diciendo a Manuel,、yeah. que estamos igual. Él que vive por, por Rivas、bueno. y yo lo mismo, pues nada, a ver cómo hacemos. Pues nada, un abrazo a los Venga, dos. Un beso. Hay mucha gente que nos está escuchando desde los coches y sabemos que, sobre todo en las, en las grandes ciudades, en Madrid, por ejemplo, donde están cerrados los túneles de la M30, hay gente que lleva horas en los atascos. Joder, Paciencia, mucho ánimo.、Eh, hay lo que hay.、Eh, tampoco es una emergencia de primerísima división. Ha habido un apagón, se han interrumpido las comunicaciones, los servicios y tal. Pero no pasa nada más. Lo digo porque en situaciones así hay, joder, a veces gente que, que, que pierde los nervios, que lo pasa mal, que se pone muy nerviosa. Los que estáis en el coche,、eh, paciencia, no, no, no, no queda otra que esperar a que、eh, se vaya solucionando la cosa. Y desde luego repetimos, insistimos, el mensaje de la Dirección General de Tráfico a los que estáis escuchando la radio y no estáis en carretera, si no es estrictamente necesario, por favor, que nadie pille el coche. ¿Eh? Y bueno, seguimos ahí en la cuenta atrás de la comparecencia del presidente del Gobierno. Estamos en una hora. Que debería ser de todo por la radio. Ya digo que hoy es todo por la luz.、Eh, a Tony Martínez, capitán, ya le hemos saludado. Y de los que han podido llegar a su puesto de trabajo, bueno, Mario Panadero. Claro, toda la estabas, mañana llevo aquí. Estabas aquí desde la sí, mañana. Sí.、Eh, Pilar de Francisco. Servicio mínimo. Corresponsal en el ciberespacio. ¿En el ciberespacio hay luz o qué ha pasado? No, pues me v e n í a no hay nada que hacer. Se han interrumpido las conexiones con Andorra, se ha interrumpido el flujo de vídeos de gatitos,、eh, de influencers, publicando outfits de primavera y gente muy desconjuntada ahora mismo. Porque no tengo ningún tipo de vídeo, ningún tipo de consejo de algún referente. Cristina del, del, del Casar,、España. buenas tardes. Muy buenas tardes. s ú has podido llegar bien? Yo he llegado, pero por los pelos, por los porque pelos. venía en tren, o sea que no、oh. me he quedado ahí de verdad. He venido en tren de, antes de la hora de autos. Bueno, Mario, pero tú, además de estar en tu puesto de trabajo, has cumplido la labor de periodista de calle、claro. investigador y te has, te has asomado hace un ratito a la Gran Vía. ¿Te has a s o m a d o no? ¿Has transitado por la Gran Vía y algo habrás encontrado? Sí, he bajado a Gran Vía al mediodía, más o menos. La situación era de bastante normalidad. En la vía pública, sí había un poco de caos en la carretera con mucho tráfico. Sí, la policía estaba、claro. regulando el tráfico, no estaba cortada todavía. En la acera se concentraban los trabajadores de los negocios de esta principal arteria de la capital. Los locales estaban la mayoría cerrados con la luz apagada, claro, y, y la presión a b a j a d a Algunos bares sí que seguían funcionando, pero hay algunos trabajos más analógicos que no se han visto afectados. Iván, por ejemplo, es captador de ONG, estos chicos que van con mí, la c a r p e t a Me han parado esta mañana una chica. A las 10, a las 10 y media.、Pues, eh, pues, digo, voy a trabajar, no puedo atender. Después del apagón, seguían,、vale. seguían trabajando y seguían abordando a los viandantes, aunque según nos han contado, con escaso éxito. La excusa ahora, la primera, es、eh, no paro porque con todo lo que está pasando de la luz, tal.、Yeah. Claro, y él al, al encontrarse en una calle tan concurrida, pues ha dado cuenta enseguida. He empezado a ver salir gente del Primark a tope, en plan trabajadores del Primark, y como que se han quedado todos aquí en la calle y eran como, no sé, eran un montón de trabajadores. Y, y ya pues se mira e l semáforo para cruzar y no iba. Entonces ya me he juntado con los del trabajo tal, y tal, me han dicho que hay apagón nacional, no sé qué. He hablado también con Sergio, que regenta un kiosco en Gran Vía, un kiosco de los de toda la vida. Y aunque no funcionaban los pagos con tarjeta de crédito, no tenía intención de cerrar. ha ido la luz de repente. He visto, he visto todos los negocios de alrededor y todo apagado. Y más a l l pensaba que era una avería de la zona o lo que sea, pero luego me ha v e n ido una compañera, me ha dicho que era de toda España.、No. Y lo poco que me h e ido enterando. Pues mira, los testimonios que se recogen、mm -hmm. en situaciones como esta. Tú, t o n i por Barcelona, en tu paseo a la radio, has visto un panorama más o menos parecido. Por cierto, ¿dónde están especialistas secundarios? Yo estoy aquí, f r a n c i Eh, ñ i g o no、mundo、había、rural. saludado, perdona. Sí, sí, sí. Yo puedo ser testimonio de, de cómo ha sucedido esto en el mundo rural. A ver, cuéntame. Teníamos、cuenta. una impresión. No, mejor teníamos la idea. Yo me encontraba aquí con, con, con vecinos de Masías. De, de, yo vivo en la garrocha, desperdigado, en medio del campo. Y, lo, y la gente t e n í a u n a sensación de que era un problema nuestro, local, que una vaca había mordido un cable o algo así. Y, y cuando hemos. ¿Por q u Bueno, me han llegado, sí, Había unas obras aquí al lado. Una pequeña carrera. El, el otro día pasó en un, pueblo, en un pueblo de. En Vizcaya. En Vizcaya, además de, lo comentamos. Un, un, una vaca que se enredó con los cuernos,、pues、con toda una maraña de cables y estuvieron unas semanas sin internet. ¿eh? Estábamos、broma. convencidos que era, que era un tema de esos. Y cuando he abierto el teléfono, he visto que era de todos hecho un, un, un chúpate este mundo urbano. O sea, estamos todos igual en la misma mierda.、Eh, sí, sí, pero pensábamos que era muy local, muy local、sí. y no, al final, pues e o El pueblo que、bien. digo era Carranza. Carranza、Arranca. con a en, en Vizcaya, sí, sí. Y la imagen era muy llamativa porque era una vaca con sus cuernos y sus, y sus aditamentos, <risa> todo con la maraña de, de, de cables. Yo ¿sabes? es que aquí fuera, justo, miro por la ventana y tengo vacas y cables.、Eh, Hombre, es la combinación era, ideal era para era hoy. Fácil, era fácil que alguna hubiera liado la trócola aquí, pero bueno. Bueno, vaca no pues... sé, pero la comparecencia de Pedro Sánchez se retrasa.、Eh, pero eso es un clásico también. Sí, ¿no? sí, es decir, sí. No, no solo en días de apagón. No, la verdad es que siempre que hay comparecencias de este tipo creemos que va a ser en hora, ¿no? Siempre no. empezamos, pero al final.、Eh, Eh, sí, mínimo a, a y media va, va a retrasarse esa comparecencia del presidente del gobierno. Es interesante cómo funcionan los mecanismos de conformación de la opinión de la gente, ¿no? Porque, decía yo antes, que llevamos unas semanas, incluso unos meses, en los que el gobierno está insistiendo en cuidado con los ciberataques. Es muy importante gastar en seguridad, es muy importante invertir en defensa, cuidado con los ciberataques. Y hoy. La, el mensaje del gobierno es: no hablemos de ciberataques, no hablemos de ciberataques, esto no es un ciberataque. Hoy están haciendo un, un proceso inverso, expres, intenso, de cuidado. Que, que, no, no que No es lo que parece, ¿no? Hay un par de actualizaciones sobre la situación que、a、acabamos ver, de conocer.、Venga. Una Ay, de ellas tiene ver. que ver con, con la recuperación del suministro eléctrico, porque el Consejo de Seguridad Nuclear acaba de、eh, asegurar en un comunicado que las centrales nucleares que hemos estado explicando、sí. desde primera hora que se habían desconectado precisamente para no sobrecalentar aún más la red, pues que están ahora mismo en proceso de recuperación、ya. de la、eh, alimentación eléctrica. Es decir, que、eh, en breve podrían volver a volcar su electricidad a la red. Y otro en cuanto a la movilidad. Porque el ministro de Transportes, ó s c a r Puente, ha explicado que no es previsible que se recupere hoy la circulación de trenes ni de media ni de larga distancia. Así que todos aquellos que tuvieran previsto、eh, yeah. desplazarse en trenes de media o de larga distancia, lo más probable es que hoy no lo puedan hacer. Bueno, pues es una noticia importante、Ostras. porque va a afectar a, a miles de usuarios, algunos de los que están concentrados, por ejemplo, en la estación de Atocha、mm -hmm. o en las grandes capitales, en, en, en Sanz también. Pero bueno, es un dato importante para que todo el mundo haga sus planes, ¿no? Claro, c l a Esto altera muchísimo la normalidad, como es su a Altera mucho la normalidad, pero también permite、no. planificar un poco el sistema. Es, es lo mismo que está ocurriendo en los aeropuertos. Hay muchos vuelos que sí que están saliendo, pero hay algunos que no están saliendo o que、mm. salen con mucho retraso. Entonces,、eh, el consejo que dan las autoridades. Es el de ponerse en contacto con el operador. Pero el aviones sí te... salen, ¿eh?、Con、aviones retraso, están saliendo. Salen, ¿eh? vale, vale. Sí, no todos, pero están、vale. saliendo aviones. Depende de la operativa, más que nada de, <ríe> del aeropuerto de destino, porque un avión no puede despegar si claro, no tiene claro, garantizado claro, poder claro, aterrizar. Claro, claro. Entonces, sabíamos que, por ejemplo, en Portugal habían anunciado que hasta esta hora no iban a aceptar、eh, que aterrizaran vuelos, entonces los vuelos que salían de, de España con destino a Portugal no salían. Ya. Eh, en otros aeropuertos, por lo que sabemos, la, la actividad、sí. se mantiene, con generadores, con algunos problemas, con retrasos, pero se mantiene. Así que digamos que los vuelos sí están saliendo, los trenes ya sabemos que no. Cercanías está paralizado y、sí. eh, nos dice el ministro Oscar Puente en un mensaje en redes sociales, como te contaba hace un minuto, que no es previsible que hoy circulen trenes ni de media ni de larga no, distancia. No sé si esto afectará, no depende de él, no sé si esto afectará también al servicio de metro, por ejemplo, en, en Madrid o en Barcelona, porque también son miles los v i a j e o s Los usuarios que utilizan este transporte cada día y de momento las estaciones siguen cerradas. O sea, la, es lo log, la lógica lo... nos dice que hasta que no se recupere la, la electricidad al 100% claro, no volverán no a abrir,、va. con lo cual es、no、bastante probable que en Barcelona sabemos que sí, que se ha recuperado parte de la electricidad、sí. al menos. No sé si ahí podrá reabrir el metro. En Madrid parece que, que la reapertura va a demorarse más. ¿Hay metro, Tony, en Barcelona? De momento no ¿no? Yo, yo, yo, no, ¿no? No, no, no, no. no, no, no, no. Metro y se ha, no, y se ha anunciado no, no. que la, la suspensión de los. De los trenes, bueno, esto ya, ya、no. hace horas que. Oye, y tema s coches eléctricos, ¿eh? eh sí, es que Iñaki, es que Iñaki de, de la Torre. Estaba... Ah, Iñaki, Iñaki, h a puesto un mensaje. <risa> vale, esto... Que、ah, pues... se estaba desplazando en coche eléctrico y que, sí, sí. claro, pintaba mal la cosa. Iñaki sí, de la、fíjate. Torre, nuestro Iñaki、sí. de la Torre. Sí, ¿no? sí, Iñaki, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Oye, fíjate, fíjate cómo es. Porque, claro, a las doce y media cuando ha pasado esto, claro,、sí. nosotros ya llevamos unas horas trabajando, ¿no? Entonces, hasta ese momento, las noticias con las que estabas trabajando, las que estábamos trabajando, eran que el juez y el hermano de Pedro Sánchez, el paro, Que ha subido un poco, pero que es culpa de la Semana Santa, siempre es culpa de alguien, ya sabéis, cuando el paro m a m á Donald Trump, que ha visto a Zelensky,、oh. decía. El, y esta historia fascinante del cardenal, ¿cómo se llama? El cardenal Buccio, Buccio el cardenal que sí, sí, fue condenado sí, por、siempre. malversación.、Sí. Que el p insiste en entrar en incómoda. En en en el Papa quiere entrar porque dice sí, sí. Que, no es, que no es un derecho, sino que un deber. Que el Papa le había apeado sus derechos, pero que esto no es un derecho, sino un deber.、Ya. Y claro, a las doce y media se va la luz, entonces todo esto、eh, se va a cero también. También sí, es cero sí, absoluto. Sí, sí, sí, sí, Todas sí, sí, estas sí, sí. noticias se perderán como lágrimas en la lluvia. <ríe> en el éter, en el éter. Bueno, Nadie a mejor... va a volver a hablar de, de, de, de todo esto. Bueno,、eh, te veo muy optimista.、Eh, no, hombre, del,、eh... del, del, del, del paro y culpa de Semana Santa. No, del paro no. Del, ah, del paro ¿ves? mañana ya no creo que el, tanto. Bueno, Pero、mucho. de las pequeñas conversaciones, esas sí que sí. se van a leter. Las que tenía yo con mi madre, con,、eh, de, con un gestor de la c a i x a estaba hablando justamente. Todo eso sí que se va a leter, r los... ¿eh? Todo eso no vuelve. Tienes que volver a comenzar de cero.、No. De cero Oye, d e j a m e un segundito hacer una cosa. Si se ha retrasado la comparecencia del presidente del gobierno hasta las cinco y media, como faltan cuatro minutitos, vamos a poner anuncios que si no, no sabremos cuándo nos podemos poner. Y luego ya vamos, ¿vale? ¿Sí o no? Ok,、eh, bueno, bueno,、sí pues、Buenísimo. ¡Hala! a a l La ventana con Carlas Froncino. a s í que es una cosa muy fácil, Ona, ¿eh? pero si hoy tuviéramos, que igual l o hacemos, ¿eh? elaborar una banda sonora para este día, la Electric Light o r c h e s t r a en fin, es un grupo, hombre, es un grupo sí,、eh, sí, sí. para estar. Esto es Mario Panadero, que controla lo de las músicas, no tendrías inconveniente sí, yo, ahí. Yo ¿no? he pensado mucho Ay, en、sí. There's a Light That Never Goes Out de los Smiths, una luz que nunca se va. Que es la de la radio, por ejemplo, Francino. o Bueno, la de la radio no se basta que se t e r m i n a n los grupos electrógenos. Bueno, hombre. Porque hay emisoras ser... de la propia cadena ser que durante la mañana han perdido la capacidad de emitir o repetir con sus p o s t e s porque los grupos ya nada más de sí.、Eh, nosotros estamos en los estudios centrales. Aquí la autonomía. Eh, en fin,、eh, aquí en Madrid,、eh, aquí en Madrid. Eh, chuta, chuta, he dicho Madrid, los chuta, estudios、ya. centrales,、eh. he dicho los estudios centrales y de momento chutamos, pero claro,、eh, puede pasar. En cualquier caso, la luz va regresando poco a poco a áreas de distintos territorios. Ya, si、sí, son、Esto、ya, ya es oficial, ¿no? sí, red eléctrica, acaba de anunciar a través de, de un comunicado en sus redes sociales que ya son nueve las comunidades autónomas que han recuperado suministro eléctrico. Hay luz en ya parte. en parte,、mm. eh, evidentemente, n parte e dentro de algunas comunidades、eh, habrá regiones que siguen s i e n Luz, pero bueno, ya es buena noticia que se esté avanzando. Ver, Por ver, ejemplo, ¿dónde? está diciendo r e d e l é c t r i c a que en Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía hay varias áreas donde ya se ha recuperado el suministro eléctrico.、Mm -hmm. Explican en este comunicado Perdona, a y la Rioja, Ana Castellano, s buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francino. Ya veo que hasta en los comunicados、Hombre. oficiales se olvidan de La Rioja. ¿eh? ¡Oh, toma! e s una buena noticia, madre mía. La Ahora les avisamos. Oficial, la Rioja Ahora les avisamos. Dale, dale, dale, Ana, dale. <ríe> Eso es. Bueno, hemos estado cerca de cinco horas sin luz aquí en La Rioja. Aquí también se han activado, yo creo que como en todos los puntos de España, todas las alarmas. El CECOP reunido en esta comunidad ha recomendado activar incluso el nivel 2、eh, para gestionar la situación. Entre las medidas、eh, tomadas, yo creo que una de las más fundamentales y de la que todos estábamos preocupados es cómo se estaban gestionando esos、eh, centros sanitarios. El Servicio Riojano de Salud ha anulado toda la actividad、eh, de los centros de referencia, en este caso el hospital. De San Pedro en Logroño、uh -huh. y el Hospital de Calahorra solo se atendía lo urgente, pero sí que es cierto que nos hemos desplazado hasta allí y lo urgente se estaba atendiendo, eso sí, con zonas、eh, bueno, pues、eh, con más calor de lo habitual, porque bueno, pues todo se ha tenido que reducir al mínimo, como pueden、ah. ser los aires acondicionados. El resto de la ciudad se ha quedado prácticamente sin actividad. Por suerte, luce un espléndido sol en el centro de Logroño, pero comercios cerrados o a medio cerrar, porque esta era de otra de las problemáticas. ¿no? Que se han encontrado、eh, que estaban bueno,、pues、guardando las puertas de los comercios porque、uh -huh. muchas de ellas, que eran automáticas,、eh, se han quedado bloqueadas y no podían cerrar ni los comercios. También ha ocurrido en la hostelería. Y como decías, Francino, ahora estamos recuperando esa actividad.、Bueno. Todavía va poco a poco. Solo funcionan, desde aquí vemos algunos semáforos. Hay bares todavía sin luz. La excepción es que sí que ha funcionado el servicio de autobús y también,、eh, como Curiosidad, la hora, que es aquí c ó m o se llama esto que tienes que pagar. Sí, para, sí, sí, la hora.、Eh, sí, sí, sí. Eh, bueno, pues esto también funcionaba porque va、Vena. por placas solares <ríe> sí, todo el mundo pagando para aparcar.、Eh, Qué extraña、Vaya. coincidencia. Oye, Ana, la, la radio no ha parado en ningún momento, ¿no? La radio,、sí. nosotros no hemos parado, pero la radio sí que se nos ha cortado la emisión、claro. en cuanto el generador no ha claro, podido claro. más.、Ay. Ha parado, no hemos podido estar por esta vía, os hemos estado conectando por internet, pero también hemos tenido、bueno. muchísimos cortes、ya. en este caso en cuanto a la señal que llegaba por internet. Así que hemos estado un poco apagados también en ese sentido de información, pero bueno, bueno nosotros no hemos descansado Antes... y ahora vamos ya con emisión incluida a recuperar toda、Bravo. la información ya r e c u p a d a Compilarla no, no. para o f r e c á r s e l a a nuestros s amigos. Muy bien, Ana, un abrazo muy, muy grande.、Bravo. Y en esta lógica、fuerte. casi de carrusel que hoy nos obliga a la jornada de, de gran apagón, pasamos de, de Radio Rioja a Radio Sevilla para que Jaime Navarro nos confirme si se ha restablecido la luz. Buenas tardes. Pues sí, aquí de bueno, momento, desde、otra. hace unos minutitos,、eh, ya tenemos el, el suministro de, de luz que ya nos abastece aquí en la sede de Radio Sevilla. También la, la delegación del gobierno en Andalucía pues, ha confirmado que、eh, pues, eh, se está recuperando el suministro eléctrico en algunos puntos de Jerez o de Málaga. El、Muy、presidente、bien. del gobierno andaluz,、eh, Juan Manuel Moreno, ha pedido al gobierno de España la declaración de emergencia nacional para reforzar la coordinación en todo el territorio afectado por el apagón. Y en Andalucía se ha elevado el plan territorial de emergencia. De protección civil a situación operativa 2 y será a las 6 de la tarde en unos minutos、uh -huh. cuando se reunirá el comité asesor del plan de emergencia a través del CECOPI, que estará presidido por Moreno, quien ha pedido sí, prudencia sí. y evitar estos desplazamientos innecesarios. Y también, bueno, pues la Consejería de Desarrollo Educativo que ha suspendido la actividad l e c t i v a esta tarde en los colegios y ha pedido a los profesores que atiendan a los alumnos hasta que sean recogidos por sus padres o tutores legales o llegue el transporte escolar, d a d o los problemas de tráfico pues, ocasionados por este apagón. Tampoco funcionan los metros ni los trenes. Adif ha anunciado la suspensión de los servicios ferroviarios de todas las compañías y AENA confirma que los aeropuertos aquí、uh -huh. se mantienen operativos con los sistemas eléctricos de contingencia, pero advierte de retrasos debido a las dificultades de pasajeros y tripulaciones para llegar, así como en las pantallas de, de información. Muy bien, Jame, compañero, un abrazo y enhorabuena abrazo. por el restablecimiento energético. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Y en esta actualización de dónde se recupera la luz que estamos haciendo aquí en la cadena ser a través de nuestra red de emisoras, nos dicen, por ejemplo, que además de La Rioja y además de en Sevilla, también. En Jerez de la Frontera, en varios municipios del norte de Extremadura, como Navalmoral o Plasencia, se ha recuperado ya el suministro eléctrico. Y tenemos también una actualización que afecta al servicio de cercanías,、ah, porque、Dios. desde el Ministerio de Transportes dicen que una vez se recupere el suministro eléctrico, se tardará dos horas en volver a poner los trenes en circulación. Es decir, ¿cercanías、eh, o todos? ¿O también media y larga distancia? Estamos hablando de cercanías. cercanías trenes vale, vale. de cercanías. En、vale. los trenes de cercanías, como hay varios núcleos de cercanías, no hay una misma hora para todos. El mundo. Hay, por ejemplo, en Madrid donde no se ha recuperado aún, aún la luz, pero hay otras zonas donde sí. Entonces, lo que、eh, está diciendo el ministro Oscar Puente es que se tardará desde el momento en el que se recupera、sí. la luz un plazo de dos horas para、eh, poder recuperar los servicios de cercanía. Madrid, que... Madrid, por lógica, sería del último, ¿no? Sí, sí. Porque probablemente, si s toma por arriba y por abajo, el, el bocadillo al final、claro, es la c a m i o t a Lo que hemos visto、sí. en el mapa de zonas donde se ha recuperado la、sí. luz es que básicamente、eh, la, el tercio norte está ya prácticamente restringido. Establecido、uh -huh. en gran parte del sur y del oeste también, nos falta la franja central y parte de la mediterránea.、Sí. Entonces, en estas zonas es donde más tardará、vale. en reponerse la luz y, por tanto, también donde más tardarán en volver a funcionar servicios como el de cercanía. Ser norte de Extremadura, José Luis Hernández. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carles. Pues desde las cuatro y cuarto, poco a poco, y como si fueran piezas de dominó, se van recuperando、vale. el suministro eléctrico en las diferentes poblaciones en el norte de Extremadura, yendo de este hacia el oeste, en a b a l m o r a l de la Matoa, en, en torno a las cuatro y cuarto, cuatro y media, talayuela, cinco menos cuarto, a raíz, cinco, cinco aproximadamente, en la ciudad de Plasencia. De momento, en la región extremeña, es donde se está recuperando el suministro eléctrico ese por el norte de la región, todavía m é r i d a o v a d a Sin suministro, y en Extremadura, por ejemplo, los centros de salud han suspendido todas sus actividades durante la tarde ante este apagón que se está produciendo. Eso sí, también hemos conocido algunos afortunados que con placas solares y baterías han podido tener suministro eléctrico y han estado cargando los dispositivos móviles de los vecinos. Bueno, algo es algo. Un abrazo, José Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Oye, Lerma, lo de, lo de la emergencia nacional, bueno, de, cuando aparezca, cuando comparezca el presidente del gobierno, saldremos de dudas, pero eso es claro, es una posibilidad. No es solo Andalucía la única comunidad que lo está pidiendo,、claro. hay otras comunidades que están pidiendo también que se declare ese nivel 3 de emergencia. Lo ha hecho Andalucía, Madrid,、eh, también Extremadura ha hecho esa demanda al gobierno、uh -huh. central. La comunidad valenciana, por ejemplo, ha pedido、eh, también que se active a la UME por si es necesario、eh, que la unidad militar de emergencias se despliegue en algún En algún sitio, ese será otro、eh, de los asuntos que tendrá que, que aclarar el presidente del gobierno si se activa en algún momento pues, algún nivel、eh, extraordinario para, yo, para abordar e s t o o y e y o t e pregunto desde la más absoluta ignorancia: si hay que activar un nivel de esto, no debería haberse activado ya. Quiero decir, llevamos cinco horas de apagón. Pregunto, e h no, no sé, ¿eh? no, no tengo、sí, ni、bueno, idea. ¿no? Eh... Que, que es decir, que al tomar decisiones está muy bien recopilar información y tal, coño, pero cuando hay una emergencia dices, ¡pum! Emergencia. Es verdad que el, el análisis de la situación se está haciendo desde el primer momento. Entiendo que、ah, si ya, se hubiese pero... visto、eh, que había esa necesidad, esa decisión se habría tomado. En interior, por ejemplo,、no. está, hay también una reunión、eh, del centro de coordinación que se encarga sí, sí.、Ah, de activar y de、eh, unificar la actuación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de, del Estado.、Eh, Es verdad que en este momento, pues la situación a la hora de saber exactamente lo que está pasando、eh, es, es muy delicada. Eso es lo que ya se ya, ha hecho sí, en el、si、Consejo、no. de Seguridad Nacional. Yo solo pregunto.、Eh, Marta Delgado, ¿qué tal el paseo? ¿Ha regresado ya? He regresado, he subido los ocho 8 m o l a pie. Hay que seguir al lotero mañana y en días posteriores, bueno, días posteriores a lo mejor, o cuando llegue el momento de las grandes compras de la Lotería de Navidad, si realmente el 24.28425. es? ¿24 28.425. 28, 28, 28, ¿Tú quieres ese、hacer? número? Bueno, yo, yo ya lo pondría al tema. <risa> <yo lo pondría risa> No, ahora lo que me he encontrado, según volví a、eh, a la radio, es a los comerciantes, claro, ya pensando que en lo que queda de tarde no van a poder abrir y cómo van a pasar la noche, porque hay muchos, como contaba la compañera de La Rioja, Que están cerrados con las luces apagadas sin poder vender、claro. absolutamente nada, pero no pueden irse porque no pueden cerrar sus、claro. locales, porque las, las puertas son automáticas y, y no se cierran. Bueno,、eh, estoy, me... seguro, estoy seguro que mucha gente se ha quedado sin poder coger el coche en los parkings porque no se h a n a a b r i o las puertas. Bueno, claro. O sea, igual. Claro, claro. Igual. Otra de las estampas que me he encontrado, según venía, era、eh, trabajadores de un supermercado con carros llenos de carne y de pollo. Me decían que los iban a llevar a un sitio con una cámara frigorífica más、ah, potente claro, donde están. Claro. Pero claro, decían, no sabemos cuánto va a durar esto, pero bueno, con la intención de que toda esa comida no se eche a perder.、Ya. Así que. Hombre, ahora, por cómo van las cosas、sí. y por lo que va informando r e d Eléctrica. Ese plazo que han dado los responsables en el primer momento, d entre e 6 y 10 horas, bueno, parece、estaríamos, que. Hombre, sí, estaríamos ahí, ¿no? Claro, Desde las sí, 12 estamos, y media son sí, las 6 y las cuarto. Y hay, y hay casi, casi medio país, o a lo mejor no tanto, pero casi medio país con el suministro restablecido.、Ah. O sea que, bueno, lo, lo que son,、eh, pues eso, alimentos que puedan pudrirse y cosas de estas, igual、pero、no hay tanto、sí. tiempo, ¿no? Pero no lo sé, no lo sé, ya veremos. ¿Qué decías? Sí, la, la, la variable que apuntaba Mario en el chat, que es después de cada apagón, a los nueve meses, hay un, hay un baby boom. Baby boom, claro. a r o h a b que estar atentos es en enero de 2 0 2 6 a l número sí,、claro. de la lotería claro, claro. y al Baby b o o n Y al Baby Moon,、bueno. sobre todo.、Vale. Sí, y claro. Mucha tensión hoy, igual. Demasiada tensión, ¿eh? De para el, el Baby Moon. Yo creo que, que, que <risa> se necesita <risa>、no、un, momento, se necesita ¿no? un <risa> periodo <risa> más largo. Bueno, c u a hoy cuando empezábamos,、ah, ya no sé si era empezar a lamentar un poco más tarde, que ha dado la hora, eso que hacemos, que hacemos el cucú en la radio que d a m o s la hora, decía, claro, hoy, 12 y media, 11 y media en Canarias, no. 12 y media se ha ido la luz en la península. A las 11 y media en Canarias, no. Ahí se han librado. Y, hombre, yo creo que, en fin, con el paso de las horas. Es un buen momento para que nos cuenten que por una vez. Radio Club Tenerife, mi g u e l ángel, r o d r í g u e z buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carles. Esta vez no habéis, no habéis pringado.、Eh, no, la verdad no, es que no. que d e r no. Bueno, oye, pues también está bien comentar esto, ¿no? Sí, la verdad es que para bien o para mal,、eh, la diferencia de Canarias es que somos sistemas eléctricos aislados. Cuando nos vamos、claro. a cero, nadie nos puede ayudar, pero cuando se va a cero la península, aquí seguimos teniendo electricidad. Es que cada isla, prácticamente cada isla, tenemos、claro. seis sistemas eléctricos aislados,、eh, porque. f u e r t e Ventura y Lanzarote comparten ese sistema, hace que seamos casi c autosuficientes. s i a Eso sí, Carles, lo cierto es que los servicios como plataformas, internet, móviles, que dependen de península, eso sí están、eh, pues, resultando o teniendo algunos fallos en、ya. el archipiélago. Mira, escucha. Me veo afectada porque si no tienes efectivo, no puedo atender. No me funciona el datáfono, no me funcionan los kioscos, no me funcionan las plataformas. Entonces, al final nos vemos afectados. No tenemos datos, no podemos trabajar con las plataformas de reparto a domicilio, o a ellos les llegan porque algunos tienen datos móviles y si les llega el pedido, y llegan aquí reclamando el pedido que a nosotros no nos n o ha entrado. No hay datáfonos, es decir, estamos un poquito trabajando a medias. Las a ver, plataformas、no、sé. cayeron. e s e ha sido prácticamente la única、claro. repercusión porque Luz, ahora mismo en el estudio De Radio Cruz Tenerife y en toda Canarias, hay, Carles. Bueno, algo sé. Jordi, ¿qué pasa? Que te voy a levantar el dedo. <risa> es que acaba de actualizar red eléctrica a las, a oye, a esas, las esas, que esas, ha todas... recuperado la luz. Hay una más respecto a las que habíamos dicho. Habíamos dicho Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y ahora han sumado a La Rioja. o l e Hola. h o a Hola. Hola. Hola. h o a l a Hola. Hola. Hola. Hola. h o Que hoy está o estaba de servicio. De、sí. servicio de, ¿Lo de de... servicio e puedo contar o claro, lo contaste?、Bueno. Pues cuéntalo tú. Bueno, no, mi madre, mi madre no, hoy era. s u n q te quería pedir permiso. Mi madre es médico, es médico de neonatos y pediatría en el Hospital San Pedro Alcántara de Cáceres y se jubila el viernes que viene y hoy era su última、oh, guardia. ¡Hoy! Hoy era su、no. última guardia. Es muy de p e l i americana, tío. Esto, sí,、eh. sí. Pues acordará. Oye, y... como en esa serie. En、eh, <risa> eh, Netflix estaba la serie esta de Robert De Niro, que no triunfó nada, ¿cómo se llamó? Día c e r o、uh -huh. Día c e r o、ah, sí, sí que. Esto sí que era un ciberataque y un apagón masivo y unas calamidades tremendas. Esto, esto no ha sido, ¿eh? No ha sido ni mucho menos. Es verdad que la serie de Robert De Niro es fácil que no la recordéis porque no triunfó nada. No la he visto toda v i a No, la o toda a v No, la he visto toda l v i a No, la h a la v i d la h o toda la d a n a c e v o t o d Y、mucho. comenzaba, no, con, no. Un, con, comenzaba con un gran cataclismo. Y coincidió con、eh, su estreno con la llegada al poder de Donald Trump. Y entonces era gracioso porque el t r á i l e r decía:、eh, Pueden haber sido. ¿Serán los <risa> rusos? <risa> Serán los rusos, pero claro, en ese momento Donald Trump estaba virando hacia Vladimir Putin, con lo cual el, el tráiler de la serie iba muy a contrapelo, se estaba quedando.、Ah, dinero en está... la basura. Claro, dinero tirado, dinero tirado, ay, sin, ay. sin nada que hacer. Javi Blanco,、sabe? buenas tardes. ¿Qué tal, Carla? Javi buenas, Blanco, compañero ¿sí? de Deportes, con historias para engrosar esta crónica del gran apagón. Bueno, un poco lo que es la crónica de cruzar Madrid <ríe> a esta, estas horas.、Eh, yo vivo en Moratalaz, que está como a unos 8 kilómetros de aquí de Granvía. Eh, claro, y me he planteado cómo venir. Yo a veces vengo con bicimad, con las bicis eléctricas,、sí. pero claro, no funciona n、no, porque para e m p a r necesito cobertura en el teléfono, no tengo. Tengo el coche metido en el garaje,、eh, no puedo sacarlo. Claro. De hecho, entonces, que, bueno, ¿qué he hecho? He cogido mi bici de está, carretera. Estás cumpliendo todas las situaciones que hemos sí, repasado. Que, unos, exacto, unos, unos que, que está a h viendo todo el sí, mundo. Sí,、claro. He bajado al garaje porque desde ahí accedo al trastero para coger la bici de carretera. Eh, me ha dado un poco de miedo porque está totalmente a oscuras. O sea, he tenido que ir con la linterna del móvil hasta, hasta conseguir coger la bici. Y he atravesado、eh, bueno, el barrio de m o r a t a l a z que se respiraba una aparente normalidad. Un par de vías principales sí que había mucho atasco, mucho, muchos、claro. coches parados. Porque además la policía ha cortado algunos, algunas zonas para que no se acumulen todavía más coches. Pero bueno, aparente normalidad. Y ya cuando me he ido acercando a la zona del retiro,、mm. ahí ya sí que se veía pues、eh, imágenes de gente un poco más desesperada, porque、eh, vale. mucha gente intentando coger taxis, sí, prácticamente sí. ninguno libre, las paradas de autobuses llenas, los autobuses parados, ya sobre todo cuando ya te acercabas a la zona de Cibeles, y de Puerta de Alcalá y de Cibeles, todos los autobuses、eh, parados, con la gente dentro. Cuando avanzaban dos metros, oían aplausos dentro del autobús, gente que se lo estaba tomando con buen humor. Y muchísima, muchísima gente、eh, por las aceras, mucha gente con maletas, que supongo que,、sí. que no saben muy bien qué h a c e Eh, gente que tenga que coger vuelos, que tenga que、Ostras. coger trenes. Y, y luego, ya desde luego, cuando he cruzado Cibeles, que ahí en Cibeles sí que ha sido muy complicado、eh, atravesarlo porque no se podía cruzar, había tantísimos coches, tantísima gente, ya sí que era pues casi. Casi r e c o r d a d o un poco la pandemia porque la gran vía prácticamente、ah, está cortada, sí, sí, está cortada、eh, sin coches. Así que había mucha gente en las aceras y ya normalidad. Y luego, pues、eh, la bici al hombro y la ha subido las ocho plantas. ¿Has subido las ocho, ocho plantas? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué ¿Qué hay es que es la d carretera, Carla. Es q u cuesta un dinero y no la quería dejar abajo. Porque、no、si l l e g a a、no, ser la bici vieja, sí. No pero... está i h í o n pellote por ahí. Sí, sí, está aquí. Oye, ocho plantas entonces con la bici a cuestas. Para ti son pocas, s Son pocas, joder. Pero tienes que subirlas pedaleando, no con la bici a cuestas, ¿eh? <笑>めっちゃお い, い、ね<笑> Qué grande. Vale. qué grande, qué grande, qué grande. Bueno, pues. a h í está la redacción,、ahí. la bici y Carlos. Yo estaba pensando, lo he dicho antes con Lerma, así un poco de, de pasada, no es que q u i e r a Chinchar, r ¿eh? e Pero, o sea, lo de las convocatorias de comparecencias oficiales y la puntualidad es algo que no no acaba de cuadrar. Hay una desconexión ahí. Hemos quedado. ¿Ve? Comparecencia e l presidente del gobierno, cinco y cuarto. ¿no? cuarto eh, cinco y media.、Eh, faltan trece minutos para las seis, las cinco en Canarias, y seguimos, pero shh, tranquilidad, Guillermo. No hay prisa tra ahí, por delante. t r a n q u l a d t r a l i c a c i o n e s Técnicas tienen que ser complicadas. ¿eh? Sí, hombre, claro. Porque ya claro, la que ha dado、claro. esta mañana el director de operaciones de Red Eléctrica, que es otra de esas personas que en su vida se habrá visto como hoy dando esa explicación, cuando ha dicho que ha habido grandes oscilaciones en el flujo. Claro, dices, ostras, desde la ignorancia uno se imagina lo que puede ser una gran oscilación como para crear un apagón、eh, eléctrico de esta magnitud, ¿no? Dice, no, grandes oscilaciones en el flujo. ¡Brrrr! o d r í a o recuperar a Fernando Simón para hoy. Yo、oh, también creo. b n o c l r o Menuda oscilación, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Hombre, ahora mismo lo que comentamos hace unos minutos, ¿eh? por si alguien se ha incorporado tarde a la emisión, no hay ninguna confirmación oficial de las causas que han provocado este apagón masivo, pero de la misma forma que a primera hora. Eh, quien más, quien menos tenía en la cabeza que podía ser un ciberataque, porque tenía toda pinta de poderlo ser. Con el paso de las horas, bueno, e incluso Portugal apunta a un fallo concreto en la red eléctrica española por el motivo que sea, por sobrecarga o por lo que sea. Antes nos apuntaba alguien lo de las lluvias de la a z l Digo,、lluvias. hace muchos días que no llueve. Pero bueno, que puede haber incrementado el consumo y puede ser una explicación técnica, por lo tanto. Pero como no ha comparecido nadie para aclararlo, pues todavía no podemos decir nada. Antonio Costa, el presidente del Consejo, exacto, exacto. ha dicho que no hay indicios de que esto de, sea un, un ciberataque. ciberataque o sea que, un ciberataque. Que se rebaja Y Carla, si, si quieres, hablábamos un poco del de flujo de información por parte del, del gobierno sobre lo、no、que, lo que está flujo, pasando. las、no. oscilaciones <ríe> el flujo de n f o m La comunicación sobre lo, que, sobre lo que ha ocurrido. Y tenemos,、Ajá. por ejemplo,、eh, palabras de Alberto Núñez Feijó hace unos minutos en Valencia、eh, bueno, quejándose precisamente claro, de eso, bueno, bueno, de la falta bien, de información.、Ya. La desinformación se va acumulando. No creo que sea razonable que en un país como el nuestro. Tres horas y media después de un apagón, no tengamos una información detallada de qué es lo que ha ocurrido, cuándo vamos a volver a tener luz y qué va a pasar. Nos hemos intentado poner en contacto con el gobierno desde la una y pico de la tarde, desde que hemos tenido constancia de que este apagón no era una cuestión puntual. Y necesitamos saber, r e d Eléctrica tiene que informar al país qué es lo que está ocurriendo, el gobierno tiene que informar al país. Palabras de Feijó o desde Valencia, donde a esta hora, Carla, no, no. se mantiene la celebración del Congreso del PP Europeo. q u Empieza e mañana, que empieza ¿no? Empieza e mañana.、Eh, y donde tiene prevista su participación,、eh, pues、desde la presidenta de la comisión hasta líderes、eh, europeos que forman parte de esa familia del Partido Popular、Yo. en Bruselas, están diciendo que a esta hora se mantiene esa, esa celebración del Congreso. He de decir, a lo mejor somos un poco sopaprisas,、eh, pero he de decir que han pasado más de cinco horas y efectivamente que no tengamos aún alguna explicación oficial. Eh, eh, pues eh, es llamativo.、Eh, sí, yo estaba intentando encontrar la palabra, gracias, Tony. Sopafrisas、sí. es, es la. Me no, encanta esa palabra. No, pero, no, hombre, pero es verdad, es verdad. De,、eh, otra cosa diferente es esta mañana, al, yo creo que, que habían pasado 20 minutos o media hora de, desde, desde el apagón. Una、eh, parlamentaria del Partido Popular, cuyo nombre.、Ah, sí. no, no sé de qué nombre no quiera acordarme, sino que no recuerdo, que estaba de visita en la central de Almaraz,、eh, ha salido diciendo,、mmm, bueno, poco menos. q u Era e la confirmación de que España tiene un sistema eléctrico、eh, deficitario, peligroso, que ya advirtió la Unión Europea y que, esto, y que lo que hace el gobierno en lugar de arreglar estos es defenderse de la corrupción. Que He pensado, hostia, en、eh, fin, podríamos <risa> esperar un ratito n o y por un día parar con esto, pero no ha habido manera. Lo de fijo es otra cosa, es una crítica absolutamente razonable y razonada de por qué tarda tanto el gobierno o quien sea en dar explicaciones técnicas de por qué ha ocurrido. Ha、esto. sido Paloma Martín que hoy v i s i t a b a Visitaba la central de a l m a r a z junto con Juan Bravo. Porque ahí tenemos un debate interesante también sobre si se mantiene el calendario de cierre de las centrales o no. El Gobierno es partidario inicialmente de que se mantenga, tal como estaba previsto, y el Partido Popular no. Que bueno, eso es un debate también razonable y, y, y racional. Y、Están、que si se mantienen se esos términos, no、Gracias. sé si esto que ha ocurrido ahora puede dar algún giro. O algún t o de problema. Hoy, el, hoy orden, el gobierno, no, no hoy el gobierno y, y en el peso de manera un poco maliciosa decían: el PP va a hacerse la foto hoy a la central nuclear de Almaraz、eh, cuando un reactor está apagado y otro está prácticamente funcionando a, a, bajo mínimos porque había mucha energía、sí. eh, renovable y no hacía falta. De todas maneras, el, el problema hoy ha sido un problema de sistema. En el momento en el que se ha producido el colapso,、sí. ese, ese cero absoluto,、eh, se ha dejado de producir energía de. De todas las fuentes. No, no ha sido una cuestión、claro. de que ha fallado la nuclear o ha fallado la eólica o ha fallado el gas natural. Han fallado todos. Ha fallado el sistema que ha sido incapaz de seguir、mm -hmm. absorbiendo、claro. la generación eléctrica que podían hacer las centrales、eh, del tipo que, que fueran. Así que el debate está ahí. Es un debate que,、eh, claro. que, que, que es desde el sí, mismo sí. sector se está pidiendo que se, que se aborde. El gobierno tiene su oposición, las empresas que gestionan las nucleares tienen la suya, la oposición tiene también la suya, pero digamos que el.、Eh, Colapso de hoy, el problema de hoy、eh, no tendría、no, que ver,、no、con, tendría con, que el ver con, con el origen de la origen... energía que、eso、se consume. Es,、vale. es. Pero esto es muy interesante aclararlo también, porque、sí. son asuntos técnicos entonces, donde confundirse, en fin,、eh, nos puede ocurrir absolutamente a todos. Está muy bien que lo hayas, que lo hayas aclarado. Y, y yo no sé, ¿qué, ¿queréis decir algo más? O, en fin. <risa> bueno, sí, es interesante、Ajá. lo que ha dicho Alberto Núñez Fijó, cómo, cómo funciona la información y la comunicación interinstitucional ¿no? entre las instituciones, porque ha dicho. Cuando llevábamos más de una hora、sí. y veíamos que esto iba para largo, hemos dicho: bueno, pues llamamos al gobierno a ver, ¿no? La verdad es que parece un poco,、sí. un poco chusco, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona, la cómo funciona la comunicación en estos casos en、bueno. las instituciones. por decir, oye, es la una y media ya, sí, esto, sí. Para, esto parece que dura, vamos, <risa> llamamos a Moncloa, aunque por llamamos, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero s a b e s que hay teoría de la conspiración también en, en, mi, todo. en Internet con el tema de la i m p a de la, la, la mano de Sánchez. Hay, que hay perfiles en redes sociales sugiriendo que esto es un, una cosa intencionada para hacer de cortina de humo y que no se hable de ese otro p e m a Sí, de cortina de humo pues, para tapar、pues, al papá.、Sí, sí, pues, sí, sí. pues, y para y para otra cosa、pues、que no se ha h Se, el, se, el, se, el, se, el, se el, les ha ido、peyote. la mano, ¿eh? Soy un p e l l o t e que está, está tardando en la comparecencia y tardando en ponerse en contacto conmigo y yo me pongo a pedalear. Me cago con una dinamo conectada y doy luz a todo el país fácil, ¿eh? Fácil. Oye, me pongo ahora.、Eh? <risa> Piensa chistes <risa> para mañana.、Eh, Ivone, espérate un momentito.、Eh, Portugal, Bray Suárez, hola de nuevo. Hola, buenas tardes. <risa> ¿Cómo están las cosas ahí? A ver. Bueno, pues、eh, yo la verdad es que me he pasado casi dos horas o tres horas sin, sin conexión a internet. Había un caos absoluto. Estaba hablando con la policía, no tenía ni idea de nada. Estaban、eh, intentando hablar con sus、uh, superiores, que no lo conseguían. Esto en el aeropuerto donde estuve hasta hace bueno, prácticamente una hora. Allí las, las operaciones、eh, continuaban funcionando con relativa normalidad. Muchas partes del aeropuerto estaban、um, apagadas, las zonas comerciales, las escaleras mecánicas, por ejemplo, no funcionaban. Uh, es verdad que se empezaron a cancelar todos los vuelos con destino a Lisboa porque el aeropuerto de Lisboa, me imagino que ya lo sabéis,、um, había cerrado unas、uh, dos horas antes, no permitía la entrada de pasajeros y solo aceptaban los vuelos planificados, los aterrizajes planificados. ¿no? Ahora, eh, ahora mismo se estima que, la, que el servicio puede volver en un plazo de unas,、um, de unas diez horas. Uh, los, las autoridades han salido a pedir calma y, precisamente, también en, la, en las radios, que es el, el medio fundamental de información que tenemos ahora mismo, están、uh, desmintiendo hipótesis y posibles conspiraciones、sí. ¿no? sobre, sobre que esto haya sido planificado, que sea un ataque o cualquier cosa por el estilo. Dicen que simplemente se debe al incendio. Que, que ha ocurrido en Francia. Piden que la gente se quede en casa y evite desplazamientos. En la calle, por ejemplo, hay bastante confusión. ¿no? Yo ahora venía en. en conseguí、uh, venir en coche gracias a,、oh. al auto-stop, básicamente. ¿Ah, me, ¿sí? me trajeron desde el aeropuerto. ¿sí? ¿Has hasta, hecho auto-stop? Sí, sí, la gente. Sí, sí, estaba en el aeropuerto. Son tres horas caminando, no funciona el metro. Hay una. Hoy. Una... Las aplicaciones de, de movilidad urbana. Y simplemente le pedí, me puse allí y les, les pedí que me trajeran al centro. Y una señora me,、eh, me, pues、me, me trajo, porque la gente es verdad que se está empezando a ayudar entre sí. n o Hay bastante comunicación entre la gente. También en el aeropuerto, la gente se, se turnaba los, el, el único punto de carga que había、eh, para los teléfonos, porque en el aeropuerto hay,、mm. hay un generador. Y todo el mundo intenta compartir、eh, información. Ahora mismo en la calle, como os decía, hay,、eh, el tráfico funciona muy lento, funciona pa pa pa paulatinamente, pero es verdad que cada vez se ve menos m o v i l i e n t o Hay bastantes colas en las pocas tiendas que siguen abiertas. La gente está preocupada por si, por si va a conseguir agua, porque ya hay algunas casas en las que no, no, hay,、uh, no hay servicio de, de agua. ¿no? Entonces, esa es la principal preocupación. Las autoridades también han dicho que los,、um, que los servicios fundamentales siguen bien abastecidos、eh, y van a, van a mantener el, el servicio. Me refiero a los bomberos, a los servicios de urgencia, a los aeropuertos, por ejemplo. Entonces, sobre todo, transmitir una, una idea De, de calma, dicen hay algunas localidades pequeñas del norte que ya están recibiendo、eh, o ya están pudiendo disponer de、uh, electricidad. Yo soy optimista personalmente porque también empezamos a, a tener disponibilidad de, de red móvil y de, y de servicio de, de teléfono. Y bueno, las, las bueno. la policía también、eh, insiste en que se eviten los desplazamientos porque el tráfico es、ya. muy, muy problemático. Sin Oye, Veráis, ¿esto que has dicho así como de pasada de un incendio en, en, en Francia como posible causa de? Eh, bueno, Jordi, lo ha dicho Bryce, pero no sé. Esta mañana se ha comentado algo en algún momento, pero no está confirmado eso. ¿no?、Eh, no hay causa concreta y oficial de lo que ha provocado este apagón. Es verdad que se está hablando de que esas oscilaciones bruscas en、mm -hmm. la tensión pueden tener. o r i g En en algún problema atmosférico y que e s a sobrecalentamiento o、yeah. esa sobretensión hubiera podido provocar algún incendio, pero esto son cosas que de momento ni red eléctrica ni el gobierno ha confirmado. Entonces,、eh, habrá que esperar a que nos digan los técnicos y los que están investigando las causas de este apagón, qué es lo que hay detrás de、yeah. este colapso total. Que、eh, ahora que se está recuperando la normalidad y en algunas zonas, porque insisto, hay muchas donde sigue sin sí, haber luz. Sí, hombre, No hay que olvidar que lo que ha ocurrido hoy es algo que todos los expertos con los que hemos hablado nos dicen que no ha ocurrido nunca, que es un hecho sin precedentes, con lo cual,、eh, de momento,、mmm, se están. Tomando muchas precauciones a la hora de, de decir qué es lo que hay detrás、claro. hasta que no lo tengan 100% claro. De, de todas formas, tengo la sensación, Guillermo, de que bueno, la, la, la batalla política también por esto ya está servida. Sí, Quiero decir, no, no tenemos ninguna duda. ¿no? A de través de la, no, no solo por las declaraciones de Feijó, que、eh, previamente decía que toda la comprensión con la situación con el gobierno, pero en algunos perfiles, en redes sociales de algunos diputados, ya se está poniendo apagón informativo y se está calentando ese debate que sin ninguna duda va a ser. Pues la, bueno, la consecuencia.、Ya. Nos dicen que, que va a ser en cuestión ya de, de, de segundos, de minutos, que, que aparezca el, el presidente del gobierno. Bueno, no、eh, tenés explicaciones. Bueno, <risa> bueno、eh, pues en cuestión de minutos o segundos. Yo lo que hago ahora es despedir a la tropa de todo por la radio y a Marta Delgado, que veo que se pone el bolso y e l jersey <risa> preparada、pues no、para una p asignadura r a una de incierto、eh, pronóstico. Es. Pero bueno, de una <risa> forma、contaré. u otra llegarás.、Eh, Cristina. e mañana estaré yo de pillo desde Menorca, mucho tema. ¿eh? ¿Estarás en Menorca? Bueno, estarás en Menorca、no、en si Menorca. puedes.、Sí. No, oye, Menorca no s a l i d o la luz, e h me cago en 10. Y no. si no voy nadando, Bueno, bueno, no, tú mismo, tú mismo.、Bravo. Bueno, pues, pues Peyote,、hola. Cristina, Pilar,、eh, Mario y t o n i、eh, mañana a ver si podemos hacer、ah, un todo por la radio como Dios manda. A ver, v a, a ver. Venga,、Adiós. son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Edición especial de la Ventana, especial informativo en la cadena SER, pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno para dar explicaciones sobre el apagón.、Eh, General que ha afectado a toda la península de desde las doce y media de este mediodía. Alejandro Becerra, ¿qué más sabemos a h o r Sí, el presidente, va a salir en cualquier momento. De momento vuelve la luz a varios puntos de la península y hay suministro eléctrico en áreas de Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. En la sede de Red Eléctrica está Pablo Anzola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es la actualización que ha hecho hace unos minutos Red Eléctrica y hay suministro eléctrico en nueve de las quince comunidades autónomas afectadas. Son, lo decías, Cataluña, Aragón. País Vasco, Galicia, La Rioja, Asturias, Navarra, Castilla, León, Extremadura y Andalucía. La demanda se empieza además a recuperar, lo vemos aquí en las pandillas de red eléctrica, 14.200 megavatios en este momento. Hay que recordar que partíamos de cero en el momento del apagón. Aquí en la sede de red eléctrica están siendo extraordinariamente prudentes a la hora de facilitar la información. Dicen fuentes de la compañía que el restablecimiento de ese suministro ha empezado por el norte, sigue por el oeste y por el sur. Y hay aquí un punto blindado. dado Es el CECOEL, el Centro de Control Eléctrico. Nos dicen que es algo así como el cerebro de ese sistema eléctrico. Bueno, pues ahí están ahora concentrados todos los esfuerzos para restablecer el suministro en todo el país. En Barcelona se está recuperando poco a poco el servicio de metro. Hay ya 22 líneas funcionando. Radio Barcelona, Andrea Villoria. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tras cinco horas el metro empieza a recuperar el servicio. Como dices, de momento solo en dos tramos de la línea uno y la línea cinco, De fondo a Las Agreras, son ocho paradas de las treinta que tiene la línea. Y de Curna ya a diagonal, unas. 40 paradas, la mitad del recorrido. La operadora t m b informa que están trabajando para ir recuperando la circulación después de que este mediodía se suspendiera el servicio con cientos de pasajeros atapados. r Hemos estado a oscuras más o menos una hora, se han puesto unas escaleras de metal para que bajásemos las vías. Hemos tenido que recorrer el túnel a oscuras con, bueno, todos, con luces de salían, todos con los pasajeros. Así salían con los móviles, de, con las linternas de sus móviles. Testimonios desde el servicio de metro de Barcelona en esta jornada tan especial. Comparece el presidente del gobierno para dar explicaciones. Para concluir, el consejo.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 Nuestro sistema hospitalario está funcionando correctamente, pese a la dificultad. Hay grupos electrógenos de los centros sanitarios que están funcionando sin problemas y cuentan, además, con una larga autonomía. Además, se está dando servicio a domicilio a las personas con necesidades especiales.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 Gracias. Pues hasta aquí la comparecencia del presidente del gobierno. que No sé si. No, no hay preguntas, ¿no, Guillermo? No, no, es, no, es una, una declaración institucional? institucional. Pues resumimos lo más destacado, si te parece, ¿no? Sí, eh, Carlas. Eh, lo más importante es que el gobierno aún no sabe cuál es la causa de ese apagón. Ha dicho el presidente del gobierno que se están analizando、eh, las causas,、eh, al, al mismo tiempo que manda un mensaje de tranquilidad, Pedro Sánchez. Dice que el Ejecutivo es consciente de la grave afectación y del impacto que puede provocar todo esto, pero、eh, por un lado, ha asegurado no hay problemas de seguridad o de protección. Civil dice que España cuenta、mm. con mecanismos para hacer frente a esta crisis. Ha dicho que hay territorios que ya están recuperando, de hecho, el suministro、mm. eh, gracias también a las interconexiones con Marruecos y con Francia. Dice que las infraestructuras críticas, como hospitales,、eh, tienen larga autonomía y que, en cualquier caso, en circunstancias específicas, como personas、yeah. con movilidad reducida,、eh, se están desplegando planes para atender a domicilio a esas personas. Tres recomendaciones que ha pedido el presidente del gobierno de la ciudadanía:、mm -hmm. reducir al mínimo los derechos. d e s p l a a z m Informarse e t o s i n a través de canales oficiales. Ha、sobre、dicho q u las、todo. crisis de este tipo、sobre、son propicias、todo. para la desinformación. Y, y móvil, por último, móvil. hacer un uso el responsable el del móvil. teléfono、Uf. móvil. A partir de las 7 de la tarde habrá una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional para seguir evaluando esta crisis que, como decimos, a esta hora el gobierno、eh, dice no sabe、eh, qué es lo que la ha provocado. Yo no se trata de escarbar entre líneas para buscar lo que quizá no esté, pero de la misma forma que ha dicho que no se conocen las causas. No descartan ninguna hipótesis. Eso es. Es decir, está todo abierto. Al c o n t r a r i o que, que abierto, Veníamos、eh? diciendo,、Cuidado. por ejemplo, había el presidente del Consejo Europeo, Antonio、Cuidado. Costa, que decía que el, el, el ataque o el, el ciberataque se descartaba. El presidente del gobierno no ha querido entrar no, no. en ninguna hipótesis. Se Ha dicho que todos los escenarios están abiertos. La prioridad ha remarcado es. Solucionar esto, pero al mismo tiempo el gobierno está、eh, evaluando cuáles son los motivos de, de ¿Y la. ¿Y lo de asumir la gestión de Madrid, Extremadura, Andalucía? Esas tres comunidades habían solicitado el nivel 3 de alerta. El gobierno ha aceptado su solicitud y ha dicho que si hay algún otro territorio que también lo solicite, pues se le va, se le va a aceptar. Lo que se hace en definitiva es centralizar la gestión、uh -huh. de, las, de las emergencias. Y en menos de una hora se convoca otro Consejo de Seguridad Nacional por si hay que ampliar medidas y supongo que si, por si hay novedades. Para poder comunicar sobre las causas. Claro, ¿no? para hacer un seguimiento de la m a u s a De los territorios que van recuperando el suministro y de, los, y de los que no. Información de servicio que no viene de la comparecencia del presidente del Gobierno, pero sí de, desde el Ministerio de Transportes, que nos dicen que, dado que hoy no circularán los trenes de media、uh -huh. y de larga distancia, si、sí. sí、hay pasajeros, personas que tienen que coger un tren y no tienen dónde pasar la noche, han decidido y han anunciado en el Ministerio de Transportes que van a dejar abiertas las estaciones de Atocha, de Chamartín en Madrid, de s a n t s e n Barcelona,、uh -huh. las de Bilbao, Valencia, s e v i l l a Córdoba, Zaragoza, Valladolid y Málaga para que estas personas、eh, vale. puedan pasar la noche ahí. í p u e d e repetir la lista, por favor? La lista es en Madrid: las estaciones de Atocha y Chamartín,、uh -huh. la de s a n t s en Barcelona y también la estación de r e n f e d e Bilbao, Valencia, Sevilla. Córdoba, Zaragoza, Valladolid y Málaga. O sea, las personas que estén ahí, pasajeros que tuvieran que viajar a donde fuere, ¿qué, qué tienen que hacer? ¿Qué pueden hacer? Pueden quedarse,、eh, o sea, no van a cerrar las puertas de la、vale. estación y por tanto no, no van a ser expulsadas digamos, ya, del i g a m o s recinto. Ya, ya, ya. Se va a mantener abierto el recinto para que puedan pasar la noche ahí si no tienen opción de encontrar、vale. a, hotel、eh, al, alrededor de la estación. Guillermo, y otro detalle que no nos pude pasar por alto en la comparecencia breve del presidente del Gobierno que acabamos de escuchar. No hay información concluyente de las causas, no especulemos, no descartamos ninguna hipótesis y. Y lo ha dicho literalmente, estamos en contacto con la OTAN. Eso es. Ha hablado de que hay、eh, comunicación con la OTAN, que eso es verdad, efectivamente, nos da una pista por si hay algún tipo de, de, de amenaza ¿no? a, la, a la seguridad、eh, de, de España como país miembro de, sí, de la、sí. OTAN. La ha mencionado explícitamente entre, entre las instituciones con las que el gobierno de España está en contacto para, para resolver esta situación. Bueno, Guillermo Jordi, no vayáis lejos, ¿eh? Que, que esto no ha acabado ni mucho menos. Por aquí estamos. La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de línea directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que estás sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña, a q u e están dando? Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre. Hola, ¿que no tienes seguro para mi coche eléctrico? Adiós, yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 9 1 5 5 5 5 -555 5 5 5 5 9 1 5 5 5 5 5 5 5 Condiciones en mutua.es. De accionistas de BBVA para accionistas de bancos a b a d e l l Asunto: un banco que suma.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 The Memory contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory Senior, de Pharma OTC. Si eres de los que piensan que los éxitos nunca mueren, esto te sonará bien. Tus canciones favoritas de los 80, ¡Ay! los 90, 90 Y los éxitos de tu vida en los 40 Classic. Solo tus números uno.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 Hay historias de reyes, dragones, campanas y de castillos de leyenda. Cadena Ser presenta Territorios Mágicos. Del 9 al 11 de mayo en Huesca. Ven a comer, beber, reír, pasear y conversar con Rosa María c a l a f Alejandra Vallejo Nájera, Cristina Monge, Sergio del Molino, Pedro Ruiz, Antón Losada, Juan Ramón Lucas, Miquel López Iturriega y Manuela Carmena, entre otros. Porque Huesca es otra historia. Toda la información de venta de entradas a Bonos en Territorios Mágicos. com. Una iniciativa de Cadena Ser junto a la Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Huesca y Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón. La Ventana con Carlas Francino. <música> I want to hear music and I want to see l i g h t s I'm driving in your car. o h please don't drop me home because I haven't got one anymore. Take me out tonight because I want. I want to see life in driving in your car. I never, never want to go home because it's not my home. They r e h o m e and I'm welcome no more.、Mm -hmm. a n d i f I double day. Son las 6 y 18 minutos de la tarde, las 5 y 18 en Canarias. Aquí seguimos en una tarde tan especial en la, en la ventana, en el tiempo de especial informativo que llevamos aquí en la SER desde poco antes de la una del mediodía con motivo de este apagón general. Que va、eh, recuperando poquito a poco una cierta normalidad. Hemos estado dando lista de los territorios donde y a h a vuelto el suministro eléctrico. Y lo más urgente, por si se lo han perdido, ha ocurrido hace solo unos minutos, o lo más importante, yo diría, que ha sido la comparecencia del presidente del, del Gobierno para decir,、eh, entre otras cosas, que no hay en este momento información concluyente para explicar las causas, el origen de este apagón que no tiene precedentes, pero que no se descarta ninguna hipótesis. Esta frase, unida a la referencia de que el Gobierno está en contacto con la OTAN, dejan sobre la mesa la hipótesis que ya circulaba a primeras horas de esta mañana de que podemos estar frente a un ciberataque. Insisto, no hay nada confirmado, pero esta posibilidad. En estos momentos no puede descartarse de ninguna manera. Y no deja de ser、eh, llamativo o significativo que, casi seis horas después de que se produjera este apagón,、mmm, si es que fue un incendio, si es que fue una sobrecarga en un punto concreto, si es que fue un horror humano, yo qué sé, si fue alguna cosa de tipo técnico, a mí se me hace un poquito cuesta arriba. Que todavía no se sepa el origen. Pero, en fin, vamos a dejarlo ahí en el terreno de. No de la especulación, porque han dicho que no especulemos, pero en el terreno de las, de las hipótesis. Recordar algunas cosas fundamentales: que los trenes hoy no van a recuperar、eh, el funcionamiento, que el número de vuelos. Los aviones siguen volando, o、eh, Se ha reducido por razones de, de seguridad. Y que se recomiendan tres cosas fundamentales: lo de no coger el coche si no es、eh, absolutamente necesario, lo de no colapsar las líneas de emergencia si no es por algún asunto de, de gravedad y de hacer un uso del, del móvil、eh, lo más responsable posible, porque también, además de habernos quedado sin suministro eléctrico, al igual que en otras situaciones parecidas, los servicios de telefonía también fallan, también tienen problemas muy serios. Dicho lo cual, dentro de 40 minutos se reúne de nuevo el Consejo de Seguridad. Nacional, y ahí veremos si se amplían las medidas、eh, que ha aprobado por ahora el, el Gobierno. Que incluyen、eh, asumir la gestión en los territorios que se lo han pedido, Madrid, Extremadura, Andalucía, con el nivel 3 de, de emergencia, si hay algo más o si hay novedades en, en la causa, en los orígenes de este apagón masivo. Estamos en tiempo de lo que debería ser en un día、eh, ortodoxo y normal una ventana de los libros. Bueno,、eh, tan inusual es el día que nuestro poeta Benjamín Prado está perdido.、Sí. Por ahí no, no, no conseguimos no. dar con él.、Eh, a ver. Él de vez en cuando llega tarde. Esto hay que, esto hay que admitirlo, pero en un día como hoy, yo creo que tiene toda la, todas las excusas del mundo y de momento no está aquí en la radio. Sí, está el director de la Escuela de Escritores, Javier Sagarna. Hola, ¿qué tal? Buenas、Carlos? tardes, Javier. ¿Qué tal? Eva Belle s p i n o s nuestra、Hola. periodista, la、tal? hacedora de la ventana de los libros. Buenas tardes. Y nuestro Rafa Paradero, que ha vuelto de súper i p a o urbano. He vuelto <risa> después de estar un buen rato aislado, la verdad. Después de hablar con vosotros, p e r o、sí. he tenido problemas con la conexión sí, más sí, técnica, sí. ¿no? con el Quantum. Hemos podido hablar por teléfono móvil. Sí, sí, sí. Pero al poquito de, de terminar de hablar con vosotros, se ha ido, se ha ido también la, la línea. He estado bueno, caminando por el centro de Madrid. Quien conozca Madrid,、pues、por la zona de San Bernardo,、Ajá. la r i o e t a de Bilbao, buscando alguna zona en la que hubiera cobertura. Y la verdad es que no era imposible. Me he encontrado bueno, me he e n con t r a d o un compañero de la radio, con Ángel, que estaba también escuchando la radio, transistor、claro. de pilas, lógicamente.、Bueno, y es que atención al detalle, este, coméntalo tú. <risa> Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores, se acaba de presentar aquí en la radio con un transistor, como, pilas, co como, lo, como los viejos tiempos. Sí, efectivamente, sí. es que ha sido lo primero, es, de verdad. Lo primero que pensaba cuando empezaba a darme cuenta que esto no era, sí, era muy sí, raro, sí, que sí, no sí. eran los plomos, que no era cualquier otra cosa. He, he, he dicho, ¿cómo me entero yo de lo que está pasando? De hecho, la radio, ¿no? Yo creo que todos los que los que vivimos a golpe de estado Fíjate, y, esas, y, y pensamos que, ¿sí? Pensamos sí. que la, radio la, la radio es la solución. Me ha costado media hora salir de casa porque la, la, la,、sí. la puerta era eléctrica y, no,、sí. y nos estábamos encerrados y, y he salido corriendo hacia una tienda que tenía cerca. Lo、no、tienen radio de pilas, me la han vendido y aquí estoy l l e v a o toda, pues toda, toda, toda, toda la Pues tendrías que haber comprado pilas. Sí. Claro. <ríe> no, pilas, bien, no, has comprado, te digo? ¿No has comprado pilas de repuesto? Sí, sí, he comprado s、ah, vale, vale, vale. Es vale, que vale, en el único、vale. supermercado de gran cadena que está. Estaba abierto, como os comentaba, cuando sí, tal, porque tenían generadores incluso admitían tarjeta de crédito, con lo cual estaba yendo mucha gente allí. Habían organizado para entrar por una puerta y salir por otra y evitar. Me comentaba después uno encargado que incluso policía secreta que, sea por allí, que se pasaba por a l l í les decía que sí, que organizaran así para evitar lío. Y luego, cuando he ido de vuelta, me han comentado que ya no quedaba agua. Ya no les quedaban velas y bueno, ya no les quedaban pilas. Pero claro, la, la noche la tarde de los libros, sí, sí. que es hoy en la ventana, es la tarde de los transistores. Sí, sí. Ha habido tres escenas en este paseo que me he dado <risa> que, que me han llamado mucho la atención. Sí,、claro. Uno os lo comentaba, ¿no? ese grupo de vecinos que estaban en la terraza del bar、sí. con una radio de pilas ¿no? que me decían: n o s t o s hemos pedido unos cubanos que saben mejor de esto. ¿no? Claro, experiencia con los apagones, vale, sí, la comunidad la cubana. Tienen, sí, sí. Pero luego había una familia que habían salido a tomar el sol con otra radio de pilas y estaban escuchando todos la radio. Y Y en otro bar había, en una calle, como claro, solo en las calles pequeñas, yo creo que no están dejando circular el tráfico, estaba San Bernardo Atascado, pero las otras estaban vacías,、mm. llenas de gente. Y ahí alguien había parado su coche, había abierto las puertas y las ventanas y había puesto la radio a todo volumen. Y entonces estaba toda la gente haciendo corro alrededor del coche,、sí. escuchando la radio. Y por último, en una plaza que hay aquí cerca también de la radio, una plaza chiquitita, unos vecinos habían sacado un, bueno, un amplificador grande conectado a su radio. Qué bueno. Y lo mismo. t o d a un corro de gente, habría como, a lo mejor como, 50 o 60 personas. Era, era hoy. Como Era como en los viejos. Cinema,、pues、cinema Paradiso, gente, ¿no? paradiso <ríe> pero en radio y con un apagón. n o Todos los sí, vecinos sí, sí. escuchando la radio. O sea que, claro, la tarde de libros que suele ser en la ventana hoy es la tarde de los transistores.、Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Ese、sí. es un día de radio, ¿eh? sí. es un día de radio sin ninguna duda. Hoy tendríamos que estar hablando a esta hora con Sara Mesa, porque de la misma forma que a las c u a teníamos r o t que estar hablando con Enrique b u m b u r i Eh, Sara Mesa venía a presentarnos su nueva novela, que es Oposición, Oposición. que la quiero comentar así un poquito de pasada porque ya la、novela. hemos leído.、Sí. Es una maravilla porque además cuenta algo que, fíjate, hoy que nos estamos、eh, quejando todos y con razón de los inconvenientes que provoca、eh, el corte en un suministro fundamental、mm. como es la energía, nos quejamos mucho y también con razón de la burocracia.、Mm. Y esta novela de Sara Mesa. A partir de experiencias propias, porque ella. e a estuvo un tiempo de funcionaria. Estuvo un、sí. tiempo de funcionaria. Cuenta las peripecias de una chica que consigue una plaza. De interina.、Eh, de interina. Sí.、Eh, y cómo aterriza en ese mundo donde todo le parece absolutamente extraterrestre, donde ella quiere encontrar una, una utilidad a, a, a su trabajo, le cuesta. Entonces diseña distintas estrategias. Para buscarle ese sentido a la vida y algunas son estrategias.、Eh, Súper sí. Pues.、Eh, eh, arriesgadas. Sí, sí, sí. Y su vida también allí es como en un búnker, porque ella, lo, lo gráfico de la novela es que no sabemos nada de ella afuera, ¿no? Solo lo que le pasa una vez e n t r a allí. Y es como un mundo paralelo、sí. en el que ella no encuentra, ¿no? Nada en el que agarrarse, ninguna referencia a lo que es su vida afuera y, y es tal cual. v s una novela muy chula. ¿eh? Mm. Sara Mesa tiene colmillo cuando, tiene colmillo. cuando, cuando, cuando escribe. Y bueno, hoy, hoy no, no hemos querido hablar con ella porque no es el. No es el día, pero hay que recuperar esto. Y tanto. Sí, ¿eh? sí. Igual hay que recuperar el disco de b o m b u r i y habrá que recuperar otra cosa, Javier Sacarna. Porque hoy teníamos final mensual menos. de nuestro concurso de relatos en cadena. Efectivamente. Y esto no puede, no, no, no puede que... desaparecer como lágrimas en la lluvia, sino que habrá que hacerla hasta final. No sé si mañana, pasado o cuando sea, pero hay que recuperarlo. Solo puedo decir que la, la votación popular está a buen recaudo. Claro, la, la votación popular la, ya la, está emitida. claro, ya la, ya la teníamos, o sea que eso no, no hay problema y que en cuanto, en cuanto podamos comunicarnos todos y podamos.、Uh -huh. Bueno, s、si、aquí a charlar,、eh, pues hacemos, el, hacemos, hacemos la, la gran final esta que yo creo que la estará esperando todo el mundo porque ya no solo quedan dos plazas para la, es para verdad, la final. Claro,、si、estamos de, a, claro, si estará es la final del mes de abril, l ¿no? De abril, los、pues、que hayan mayo, que junio. mayo y junio. Así que, pues, ¿Y tú cómo has venido a la radio? Bueno, yo he venido andando, no vivo tan lejos. Ah, vale, vale, v i v o tan vale, lejos vale, y, he,、vale. y he venido andando. Pero hay una cosa que quería comentar que me h e hecho mucha gracia antes cuando he ido pues, a las dos de la tarde sobre, a la escuela y tal, y l l decir, o、bueno, pues, vámonos, esto no tiene mucho、pues、habéis sentido. habéis cerrado la escuela. Ya、claro. hemos cerrado por la tarde y tal. He o a la sí, sí. De, había una clase, ¿no? y me decían, oye, esperamos a que termine la clase. Y digo,、sí, vamos a esperarles.、Y、cuando hemos salido, se lo hemos contado. Me dice, señor, me dice un señor, y nosotros aquí escribiendo cuentos y la historia estaba fuera, ¿no? Qué bueno. <risa> bueno qué bueno. Sí, ¿no? Digo, esto lo tengo que contar allá. Oye, y si, o y no sé, estoy, yo estoy pensando así en voz alta. ¿eh? ¿Y si convocamos alguna cosa especial de relatos con esto del apagón? Pues sería bonito. No, pues pénsalo i a ver, Relatos、no no、sé, a ver. Negro. No, no sé, no、Sin、sé.、Luz. No, no, pero, pero, pero con, de la misma forma que cada semana、eh, dejamos frases、eh, del relato ganador para construir historias, bueno, es que esto no es una frase, es que esto es una situación. Y aparte、eh, es material i t e r a r i a de primera. Que, hombre, no, sí, hombre, por favor.、Es. Pues、yo, yo creo que ya nos vamos acostumbrando a las distopías. n o Yo veo a la gente tranquilísima, que es una cosa no me, me, es no, me quito, me no me quito de la cabeza pero... en todo el día el gran apagón. ¿Sí? Eh, el gran apagón,、sí. el, el podcast, quiero decir, n o、sí, que sí. hace ya varios años. ¿eh? ¿Sí? A ver si tenemos oportunidad. Es、eh, claro, es que es imposible contactar con ellos, ni con Pérez Ledo ni con Ana Alonso. ¿Sí? A ver si tenemos oportunidad de que nos cuenten con quién hablaron, quién les asesoró, por qué se les ocurrió esto. ¿En qué se inspiraron? Porque creo que podría ser una mirada lateral de esto que está ocurriendo, pues muy, muy interesante. Para e l o tú has venido en moto a la radio, ¿no? He venido en moto, pero ya sabes que yo la parco como a 10 o 15 minutos y el último tramo lo hago andando. Entonces,、vale. eh, es verdad que nada más, bueno, he girado por José Abascal, iba por esa zona, bueno, una de las calles principales de Madrid, y ahí de repente ya he visto que no había semáforos.、Ya. Pero bueno, tampoco le da más importancia, será este cruce.、Ajá. Pero claro, ya iba un cruce, otro cruce, una glorieta, tampoco ahí ya empezaba la gente、eh, tensión. En los coches, ¿no?、Claro, eh, claro. Quien pasa, tal. Hasta que ya he llegado, he aparcado al lado de la gasolinera h a s t a que os comentaba antes y ahí ya he visto.、Eh, claro. Estaba otra escena habitual en Madrid, estaban de, de una ONG diciendo、eh, si quería hacerme socio y tal. Y, y esa chica misma me decía, va, si no funciona el semáforo. Y yo no le d e importancia,、y、digo, no, debe ser la calle, porque no, ahí atrás、claro. tampoco. Y a partir de ahí, andando toda la calle, bueno, por la zona de Fuencarral hasta Madrid, hasta la Gran Vía, Pues Todos los locales ya estaban saliendo, sí, sí, todos a、sí, oscuras, sí, sí. y bueno, mucha gente en la calle, que eso es otra de las cosas. ¿Tienes gasolina y g a s o l a Creo que sí, pero ¿Y, porque ¿y, vivo cerca. ¿Llevas dos cascos? <ríe> llevo dos cascos, te llevo. Hombre, es... <risa>、oh, bueno, pues ya, ya, ya tengo como volver aquí. Bueno, casa, vamos a hablar de eso luego. <risa> luego hablamos. ¿Qué te he cortado? Perdón, estabas contando lo de Foncarra. No, no, que luego me decía también alguno de los vecinos con los que hablaba. Menos mal que esto ha ocurrido ahora, que ya ha salido el sol y hace buen tiempo. Llega a pasar hace cinco o seis semanas y hubiera、sí. sido el caos.、Sí, e ñ o r Yago de Vega, buenas tardes. Hola, Carla. Y algo de Vega, compañero de deportes que、Yo、también he venido, ha venido. venido tengo moto, tengo un, un casco solo y tengo justito de batería, o sea, de, de, <risa> de gasolina. Así que, y batería, llevo cinco horas sin batería en el móvil. Así que voy a aprovechar para decirle a mis padres que estoy bien, que todo fenomenal, porque no he conseguido hablar con nadie desde la mañana. ¿En cinco horas? Con nadie. con n a Desde i d e que se me apagó la tele, yo ya no le di mucho, no le he eché mucha cuenta, y luego me quedé sin batería. Digo, bueno, pues ya volverá, ya volverá, ya volverá, y sigo esperando a que vuelva. ¿Has venido por ruta de atascos? He venido en m o t o Porque、moto. vuelvo a repetir, hay mucha gente que lo está escuchando desde el coche. d o n d e sea que estén, pero、mm. pienso sobre todo en, en Madrid, donde se ven todavía unas imágenes de atascos con los túneles de la M30 cerrados y eso, q u é paciencia, q u é tranquilidad, y que quien. No haya cogido el coche, que no lo coja. Si no es estrictamente necesario, sí, que, no, que、claro. no merece la pena. Para los que、sí. vamos en moto, ya sabemos que muchas veces somos invisibles en Madrid y ahora, tal y como e s t á l a c i r c u n s t a n c i a es mucho peor, mucho más peligroso. Hay que decirle a la gente que va en los coches, fundamentalmente, que no hay semáforos, que hay que estar mucho más al loro porque hay alguno que sigue yendo、sí. a a l g una velocidad bastante sí. peligrosa. Sí, sí, sí. Y luego me ha llamado la atención, yo he bajado por la zona, he pasado primero por la calle de p a b l o Iglesias, he llegado a Santa Engracia, he bajado por San、uh -huh. Bernardo. He pasado por la glorieta de Quevedo y me ha llamado la atención, creo que lo habéis contado también, ciudadanos que se han puesto el chaleco que llevan en el coche y son ellos los que están gestionando el paso en las, en las calles. Con lo cual, se agradece mucho que haya gente que se tire a la claro, calle claro. y ayude, porque claro, sí, en, las, en las vías principales de Madrid, si te encuentras a Policía Nacional y Policía, y policía Local, Pero hay otras vías, que hay confluencia sí, sí, de un sí, lado sí. y de otro, que, no dan, abasto, que no, dan, no dan abasto. Levantas claro, claro. una mano para que te dejen、sí. pasar, pero a lo mejor no te ven. Así que hay que agradecer mucho a esa gente que está en la、Qué、calle,、bien. que se ha tirado de forma desinteresada y pasar al lado y decirle, oye, tío, muchas gracias. El sí, tema bien, de transportes. Luego... No, fíjate, otra, otra anécdota, otra curiosidad que nos contaban esta mañana. Un, un, bueno, un compañero que, que ahora conduce un tren de, cercanía, de mercancías,、sí. que es con diésel, con lo cual él no ha tenido él no problemas.、Ah, pero le han pedido que parara. p o r s c Tenía que、claro. remolcar alguno de los、Oye. trenes eléctricos con、bueno. pasajeros, que eso es otra situación escucha, interesante. Escucha. La gente que se ha quedado colgada en el tren, ahora mismo, en mitad de la nave. Ahora mismo、mm. tenemos 26 trenes con viajeros atrapados en España. e d u a Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, c a r l o s Buenas tardes. ¿no? ¿no? Sí, eso es. Dice、Oye. el ministro Oscar Puente que la máxima prioridad en este momento es rescatar y atender a esos viajeros atrapados en trenes que estaban operando en el momento de producirse ese apagón. Siguen con una situación muy complicada, especialmente en alta velocidad. En las、claro. líneas m a d r i Sevilla hay 14 trenes, Madrid-Barcelona 8, Antequera-Granada 2, Venta de Baños 1 y Pajares otro Así que están intentando solucionarlo cuanto antes. ¿Solucionarlo cómo? ¿Con autobuses, con autocares y a n d o a buscarles? ¿no? O sea, lo que se supongo... suele hacer es remolcar, con batear o r e s Eso es, con otro tipo de maquinaria,、oh. lo que estabais comentando el、claro. compañero. Lo que se suele hacer es eso: remolcar con otros trenes. Con otras cabeceras, pero es complicado porque al ser trenes de alta velocidad, e s t á n en otro ancho y coger trenes que puedan remolcar es mucho más complicado. Claro. Claro, es verdad que hemos visto imágenes de algunos de esos trenes, imágenes de u n a v e en alguna de las teles lo he visto hace un rato, donde la gente ya había bajado de los vagones y estaba fuera, por ahí t r a n s i t a n d o que igual no sé. Sabrán, claro, por cuestiones de seguridad, muchas veces no te dejan hacer, bajar, ¿no? pero... entonces se han dejado las sí, puertas hombre,、claro. abiertas para que circule、claro. el aire, pero a la espera de que le remolquen. c l a s horas van pasando y es una s i t a c i complicada. Y los que fuman, no, no pero q u e digo que igual en algún momento. Y siendo tantos los trenes con viajeros afectados, igual hay que echar mano de algún otro sistema de transporte, no sé, ¿eh? autobuses o lo que sea. Pero en fin, eso ya el Ministerio sabrá qué tiene que hacer. En todo caso, recordemos que el, el, el transporte ferroviario hoy no se va a reanudar en media y larga distancia. Cercanías, sí. Cercanías, sí, recordemos, desde que vuelva la luz, por ejemplo, el caso de Madrid, ¿Sí? al cabo de dos horas se reanuda el servicio. En Madrid todavía no tenemos luz, ¿Sí? pero en Barcelona, por ejemplo, ya hay más de 20、eh, líneas de metro que funcionan. Y cercanías, raudalías, me imagino que también, ¿Sí? me imagino. O sea que poquito a, coso, poquito a poco la cosa se va, se va normalizando. Yago de Vega, Hasta mot、luego. motorista de pro. Te vaya bien.、Eh, ten cuidado, si te queda poco gasolina y eso, sí, no sí. sé. Bueno. Si no, pues caminando. Conduce con cuidado. Estoy muy lejos. Y, ¿Y otro casco, con... para otra vez, otro casco.、Claro. Sí, hombre, <risa> los compañeros. Se v i e n a agradecer. que la gente ¡Chao! se pone el chaleco, otro、pensado. casco. Venga, Voy puntito, a cargar el móvil. Puntito、no、y seguido, va. Pensamos eso del, de los relatos sí, con el apagón, ¿eh? Sí, Ahora, mira, mira, vamos a poner un poco de publicidad y pensamos cómo hacerlo. Venga. Venga. ¿Te suena? A que también te suena. Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en línea directa, también aseguramos lo que más te importa: tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¿Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días? ¿Te suena? Ante el estrés, z e n f l o r e Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. z e n f l o r e de Farmacierra Laboratorios. Ay, cada cliente pide n devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia. ¿Y qué vas a hacer? Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.、Mm, ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao. La ventana. Con Carla Strancino. Falta n 21 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Aquí seguimos en este tiempo de la ventana de los libros, especial informativo, Apagón, el día del apagón y una idea que ha surgido así al calor del directo y que queremos concretar. A ver, Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores.、Eh, convocamos ese ya un concurso de relatos que de se、bien. pueden enviar desde ahora mismo y que decidiremos cuál es el ganador el próximo día 7. El día 7, aquí en Antena, de,、eh, decidimos los ganadores. Convocamos el concurso, hágase la luz. Luz. Efectivamente. Relatos de menos de 100 palabras.、Uh -huh. Los ganadores tendrán, seguro, s e g una r í s i m o u radio a pilas. Exactamente. Cada uno de los tres. Eso seguro. Buena, ¿eh? Eso seguro, pero, pero radio, radio de esas de. Como está bien. Señora Radio. Bueno, esta está bien, pero quiero decir, no n o de verdad, ¿eh? Enviando relatos, por favor, ¿eh? Sí, Hágase sí. la luz. Menos、vale. de 100 palabras. Venga, tres ganadores, una radio a pilas para los tres y luego 500, Luego ya 500 euros para el ganador. Muy bien. Y. Eh, segundo y tercero tienen un curso en la escuela de escritores, un curso trimestral、Perfecto. en la escuela de escritores. Perfecto. Eh, Pueden enviar, repite, repite. Pueden enviar sus microregatos a través de la página web de la escuela de escritores, escuela de s c r i t o r e s c o m y desde mañana, que, tenemos que, que, que hoy no funciona y además t e n e m que montarlo. <risa> hoy todo. Hoy no creo que pueda. Así que desde, desde mañana, más o menos, hasta el día, hasta, hasta bueno, ten, tienen, tienen para enviarlo hasta el día 5 para que sí, el día 7、sí. podamos fallar loco. O sea, tienen tiempo. Tienen tiempo hasta, tienen tiempo. hasta el día 5 de,、eh, de mayo para enviar sus microregatos. Hágase la luz, es lo oportuno para saludar a Mara Torres, directora del FARO. Mara, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.、Oh, no te puedes. n Imaginar i la de veces que he pensado en el faro hablando del apagón de hoy, claro. Bueno, no te puedes imaginar、Ágase、la, la de ganas que tenía de decir hoy buenas tardes porque llevo sin poder comunicarme con nadie de、ah. mi familia desde esta mañana、eh, y esta noche vamos a. Ni, na, ni con nadie del equipo y esta noche vamos a hacer el faro apagón, lo haremos、claro. con llamadas con historias del apagón de hoy, dónde te ha pillado, qué estabas haciendo, con quién no has podido hablar, quién ha sido la primera persona、ah. con la que has hablado, eso es lo que vamos a hacer esta noche, claro, es que por, esta su, noche tan especial. Suponemos que a esa hora. Ya estará el, el servicio eléctrico y telefónico más o menos restablecido. Porque llevamos toda la tarde pues, con comunicaciones que fallan, con、eh, llamadas que se interrumpen, bueno, lo normal, ¿no? Que no、sí. puedes ¿Claro? llegar a tal. Pero bueno, yo creo que a la hora del faro、sí. la cosa estará. Pero ni, ni con el equipo. O sea, ha habido un momento que ha, de, que ha vuelto la conexión e l e n a s á n c h Elena equipo, Sánchez, ¿no? Sánchez. Elena, ¿sí? buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tú venías de dónde? Yo venía de Villa de Vallecas, dos horas y pico andando. ¿He tardado? Con un transistor en la mano y decir regalazo el que vais a tener en el concurso,、sí. porque los poquitos establecimientos que estaban abiertos, muchísima gente estaba comprando pilas, estaba comprando transistores. Alguna, algunos supermercados también estaban abiertos con bastante cola. En Tirso de Molina había muchísima cola en el supermercado que hay, que es 24 horas. Sí, sí. La gente intentando comprar agua, intentando comprar algunas cositas para esta noche. Y、eh, donde está verdaderamente la noticia, creo que es en la periferia, porque había mucha gente preguntando cómo, a la policía cómo volver a Villaverde andando, cómo volver a, la, a Rivas, a todos los lugares, porque claro, en el centro es verdad que estaba vacío de gente actualmente cuando he venido, Gran Vía estaba vacía.、Claro. Eh, había unos cuantos turistas, pero donde realmente e s t á la gente intentando volver claro, a casa es que, andando es en la periferia. Es que ya hemos dicho desde, desde el principio que, que Madrid iba a ser、Mira. el último o de los últimos lugares、mm. donde iba a volver la luz. Por ejemplo, en Barcelona.、Eh, Andrea Villoria, estás ahí, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Por ejemplo,、estáis? en Barcelona ha vuelto la luz y ya funciona el metro. No sé si Rodalías también.、Y、Rodalías va... no,、todavía、y no va a、no. funcionar hasta mañana,、vale. acaba de anunciar la c o n s l y e r a pero el resto、vale. sí que poco a poco se va recuperando. La luz ha vuelto a Barcelona, no a todas partes. Aquí en、Ajá. la radio ya tenemos, algunos barrios todavía no. Y ahí、eh, llega, pero luego salta como en c h i r i v i t a s y se vuelve a ir. Pero poco a poco、eh, se va restableciendo. A la, a la, aquí a la radio, como os decía, ya tenemos luz. Y no solo ha vuelto la electricidad a Radio Barcelona, sino que ha vuelto, sobre todo, a la antena de Colcharola, e l repetidor de Radio、claro. Barcelona, de la cadena Ser. Y eso quiere decir que la Ser ya vuelve a emitir en Cataluña. Hemos estado toda la tarde sin señal.、Bo. Aunque eso no ha evitado no, que、ya. los oyentes nos siguieran. Siempre decimos ¿no? que cuando pasan cosas importantes, la Ser está, la radio está, s e En todas las casas, pues hoy ha sido al revés, han sido los oyentes que han venido a la radio para informarse. No me funciona el móvil, no hay manera de conectarse, nadie sabe nada, incluso los coches, los taxistas tampoco tienen información, que a veces son los, las primeras fuentes. Y al final, pues ya que la radio no viene a mí, pues yo voy a la radio y por eso estoy aquí, no solo yo, como puedes ver, mucha gente. u o c o de santidad a radio para que no haya internet, h s o n primer dato. Estos son algunos de los muchos,、Fantástico. decenas, de decenas de oyentes、Fantástico. en una imagen preciosa que era、pues sí. la calle Caspe, la conoces. Estuviste aquí sí, hace sí. poco, Francino, pues abarrotada de gente, la entrada de la radio y toda la calle,、eh, sentada, sentada en la calle, escuchando Ay, bueno,、eh, qué por era lo que、favor. estaba pasando. Hemos sacado altavoces y, y se agolpaba la gente para escuchar qué,、bueno. qué es lo que estaba pasando. ¿Te imaginas que hubiera ocurrido esto el día de San Jordi? Bueno, no, no <risa> nos faltó gente tampoco. Es que ahora al escucharte y lo de la gente sentada en la calle, me ha venido esa imagen a la cabeza.、Mm. Y si llega a ocurrir eso en esa jornada, en fin, qué desastre, de verdad.、Uh -huh. ¿Cuántas horas habéis estado sin emitir? Pues hemos estado desde que se ha ido la luz hasta hace、pues、media hora, cosa de media hora. Así que, sí, sí, más de cinco horas. Bueno, bueno, e m i t í a m o s、pues, por una frecuencia pequeña, en algunos sí. puntos sí se escuchaba, pero la, digamos el 96.9, que es la frecuencia de Radio sí, sí, Barcelona, sí, sí. ha estado sin, sin señal hasta, hasta hace poco. Por eso, en un radio presencial, con los oyentes、sí. ahí sentados、eso、en la c a l l e Eso es,、calle. hemos oye, sacado los altavoces y la、bien. gente venía a la radio. Joder, un sí, abrazo sí. muy grande, Andrea. A vosotros.、Eh, Adrián Sánchez, compañero de Radio Valencia, está en el centro de coordinación. De emergencias, donde en Valencia creo que ha vuelto la luz. No sé, a d r i á n hola, ¿estás, estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,、sí. Carles. Pues sí, empieza、bueno. a volver la luz,、eh, pero de forma paulatina todavía en la comunidad valenciana.、Eh, por ahora lo que sabemos es que aquí mismo, en el centro de coordinación de emergencias que está en Leliana, cerca de Valencia, ya ha vuelto el suministro, han dejado de funcionar con generadores. También en los municipios de alrededor y en algunos puntos de la ciudad de Valencia, como en el centro donde está la emisora Radio Valencia, también se ha recuperado el suministro. Y en algunos municipios de Alicante, es el caso、Qué、de Venedor, que ya hay luz, y de Castellón también nos dicen desde allí que empieza a volver la luz.、Eh, Un mensaje de la Consejería de Sanidad que acaba de lanzar,、sí. que pide que, que se lo comuniquemos a la mayor número de gente posible. Las pacientes que necesiten oxígeno o diálisis que acudan a los hospitales porque están abiertos y disponibles.、Eh, mientras, aquí en este centro de coordinación de emergencias acaba de terminar la reunión del CECOPI, que es el máximo órgano de coordinación de emergencias, que ha establecido la situación 2 del plan de emergencias en la comunidad valenciana y ha movilizado a la unidad militar de emergencias.、Uh -huh. Justo ahora tiene que comparecer el consejero de emergencias, Juan Carlos Valderrama. Y hasta aquí hemos visto cómo llegaban algunos responsables, por ejemplo, el presidente de la Diputación de Valencia, v i c e n t Montpó, que nos decía que ha venido aquí porque no tenía manera de comunicarse con、claro. los bomberos ni con nadie de su equipo, así que ha venido aquí para saber la situación. También、yeah. el conseller de infraestructuras que acaba de llegar. y... Eh, por ahora no hemos visto a Carlos Mazono, el presidente de la Generalitat. Un c e c o p i que ha empezado a las 3 y cuarto, a esa hora él no estaba y no ha entrado por ninguna de las puertas principales. A esta hora, al menos que nosotros hayamos、ya. visto, somos varios los periodistas. Ya, no, Lo quiero, que、sí、que sabemos... no quiero hacer ¿Sí? bromas al respecto, pero no deja de ser llamativo. ¿eh? Parece que le tenga alergia al c e c o p i Sigue, sigue, perdona. Sigue, Efectivamente, sigue. sí. Adrián, ¿se ha cortado、eh, o sigues ahí? Entonces... No, se ha cortado. Creo que se e n t r c o r t a ¿Estás ahí? Último intento. Sí, no. Se ha acabado. Ya está. Bueno, pues,、eh, Joy, mañana, fíjate, se cumplen seis meses de lo de la Dana en Valencia. a el Congreso ahora, del PP ¿no? allí? Sí, sí, el Congreso del PP también. Sí, pero pero fíjate, mañana se cumplen seis meses de lo de la Dana. Aquel día, ¿eh? qué importante fue la radio. Y esta imagen que sí, nos contaba nuestro sí, compañero sí, sí. de la gente、claro. arremolinada uh, uh, en la puerta de, de Radio Barcelona, la calle Caspe,、claro. también vuelve a demostrar lo importante que es la radio cuando dependemos de todo. Lo que sí, tiene sí. que ver con electricidad,、mm. pero yo he echado de menos tener un transistor con pilas sí, en sí. casa. Y cuando he bajado al coche, os lo prometo, he salido de.、Mm. porque han dejado las puertas de la r a j a abierta, s he salido, he podido encender la radio y os he oído. Me ha dado una tranquilidad, digo, bueno, o sea, el mundo sigue, el mundo sigue. Sí, Oye, lo de sacar es, el coche es, es otra es, aventura. Claro,、eh. Yo he encontrado sí, en la、claro. gasolinera a la que、claro. he llegado, había un, una persona, que, bueno, una pareja, venían andando、sí. ya bastante,、eh, habían dejado el coche bastante lejos, porque iban ya sin gasolina, les habían abierto、claro. el parking para salir, y dice, lo hemos sacado, teníamos muy justos de gasolina, l o hemos aparcado en una parada de taxis. Ahí lo hemos dejado, a ver mañana. Y venían andando a la gasolinera y le han explicado a la gasolinera: no te podemos dar nada porque no, no estamos ni vendiendo, no funciona absolutamente nada.、Sí. Estas personas, lo que decía e Lena, que vivían en Alcorcón, y decían: no sabemos ni cómo volver ni qué hacer con el coche. Yo esta mañana he salido al descansillo porque vivo en un edificio muy chiquitito. He salido al descansillo con la radio porque había mucha gente que no tenía pilas en casa, porque a lo mejor no estamos acostumbrados a tenerlas y no tenían las pilas en casa. Entonces he salido al descansillo, han salido todos los vecinos al、uh -huh. descansillo y seguían preguntando cómo iban las cosas durante todo el trayecto, todo el camino de la albufera que llevaba el transistor encendido.、Sí. La gente lo escuchaba yo preguntando qué ha pasado, qué ha pasado, cómo van las cosas, como tal. Entonces la radio, efectivamente. En esta importancia que sabemos que tiene、Yo. en estos momentos. Yo quiero recordar en este punto una reflexión que esta tarde hacía Isaías Lafuente, que me parece oportunísima. Todo eso que nos está pasando hoy y que recordaremos y que nos incomoda y que nos、eh, trastoca planes y tal, esto es el pan nuestro de cada día en otras partes del mundo. En Gaza. En Ucrania, ¿cuántas veces、eh, informamos de que el ejército ruso ha bombardeado instalaciones eléctricas? ¿Por qué? Por esto. Porque cargar de instalaciones eléctricas hace que la vida de miles de personas se vaya al garete. Bueno, esto que hoy nos está pasando y que al final. Bueno, ya hablaremos de las causas y tal, eso es otra cosa, ¿eh? pero que esto al final para nosotros va a ser una, entre comillas, una anécdota en nuestra vida cotidiana. Hay gente en algunas partes del mundo, y de algunas hablamos muy a menudo, donde esto es el pan nuestro de cada día. Me parece una reflexión muy buena la que hacía Isaías,、uh -huh. y por eso la quería recordar. Y por cierto, otra reflexión, otro consejo y otra denuncia: los bulos, los bulos de, de las narices.、Eh, a ver, bulólogo de la ventana, Marca Moros, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya está circulando.、Eh, bueno, esta mañana ya circulaba alguno.、Eh, ¿Pero、sí. ha aumentado el caudal de bulos o se han moderado esta vez? Bueno, o se siguen aumentando. Esto es algo más moderado, pero siguen aumentando. Se ha hecho muy viral el que, el que apunta a las causas.、Eh, circula uno diciendo que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Habría confirmado en rueda de prensa que el apagón es por culpa de un ciberataque ruso.、Pues、no, Fijaros que esta noticia circula como si la hubiera dado la CNN norteamericana, es decir, que tiene la apariencia de este medio de comunicación, se difunde en inglés,、eh, e incluso en canales de Telegram,、eh, a l v i s e Pérez, el de Se acabó la fiesta,、sí. pues、eh, retuitea, digamos, comparte esta información y añade que esto es un ataque directo a la soberanía. e u r o p a y que la Unión Europea responderá con unidad, con fuerza y con resiliencia. También hay otras desinformaciones que apuntan a que el, el ciberataque no es ruso, sino que proviene de Marruecos. ¿eh? A través de WhatsApp también se ha difundido mucha esta teoría. Bueno, pero por lo demás, bien, ¿no? No, no, no, no, tenemos, no tenemos más cosecha de bulos. Sí, hay dos más、ah, que、oye. son muy locos, pero que a mí me, me hacen particularmente mucha gracia. El primero es que apuntan a los aliens como responsables de, bueno, del apagón. Esta teoría oye, ha sido bastante、espérate. compartida en redes sociales. p e d r o no descarta ninguna causa. <risa> espérate, cuidado, oye. Es v e r d a Y luego hay otra, hay otra que apunta que、mm, ha habido una cuenta, digamos, de inteligencia artificial que ha decidido, bueno, que se ha desarrollado, digamos, más de la cuenta y que ha decidido. Toma r e l control del mundo, con lo cual ya estamos en manos de la inteligencia artificial que empieza a hacer de las suyas. Pero fíjate, estas dos últimas son, son tan lerdas que, que, bueno, que te ríes. Y a mí la de los incluso, extraterrestres, incluso me, pero, me gusta. Pero a lo mejor, el relato puede, de. Puede, porto, de porto y y, mañana, y mañana, habrá, mañana habrá que escuchar a los del mundo today a ver, a ver que, o a los especialistas secundarios a ver qué les ha pasado por la cabeza. n o Pero el otro, yo sigo, bueno, sigo, no es verdad. Va a decir, sigo sin entender por qué lo hacen, sí lo entiendo. Y me sigue pareciendo tan, tan nefasto y tan. Y tan repugnante que se aproveche cualquier situación de, de alarma, de desgracia, de lo que sea, para sembrar mierda a ver qué pillamos, que en fin,、eh, da igual.、Eh, Jordi Fábrega, ¿qué? Sácanos del jardín, por favor. Pues hay algunas actualizaciones sobre cómo se está recuperando el servicio eléctrico. A ver, ¿el mapa de la península cómo estaría? De momento, el mapa no ha cambiado respecto a lo que hemos contado hace aproximadamente una hora.、Eh, Red Eléctrica lo que informa es que hay 10 comunidades autónomas donde se ha recuperado de forma bastante generalizada. El suministro eléctrico. Eso no quiere decir que en todos los pueblos y en todas las áreas de esas comunidades、eh, haya luz, pero esas comunidades eran、eh, parte de Cataluña, País Vasco, Aragón, Galicia, Extremadura, Castilla y León, La Rioja. También había zonas de la comunidad valenciana y de Andalucía que empezaban a recuperar la electricidad. Y Castilla y León, que no sé si lo había dicho.、Mm. Eh, lo que estamos viendo en los últimos minutos es que se está produciendo un incremento de la generación eléctrica.、Eh, están volviendo a entrar la, algunas centrales nucleares que ya han recuperado el suministro eléctrico en los alrededores y, por tanto, el sistema al que tienen que verter la electricidad que ellos generan ya está, empieza a estar preparado para que operen estas centrales. Y lo que estamos viendo es que de los. 14.000, 15.000 megavatios, sí, si hablábamos hace una hora,、sí. hemos subido ya prácticamente a 20.000. Estamos en 19.700 megavatios. ¿Un día normal de consumo? ¿Cuál 26, es el p r o más medio?、Bueno, 25, 26 en función de la hora. ¿Y estamos en 20, dices? 19, sí, 19.400. 19, 19,、bueno, pero hemos subido bueno, más de 4.000 en la última hora. Estamos a dos tercios del, exacto, de un consumo de la t o r a Hay que pensar ¿no? que esta mañana estábamos en 25.000 y hemos、sí. pasado de 25.000 a cero en cuestión de un minuto. Con lo cual, recuperar todo、bueno. esto, como contaba yo esta mañana, eh, caerse eh, es una cuestión de segunda. dos, Recuperarlo no es tan sencillo porque además hay que tener en cuenta que no se puede sobrecargar la red. Claro. Porque si de repente metes toda la electricidad de golpe al sistema, el sistema no está preparado,、ahí、volvería、sí、haya, a petar. Ahí palmamos, pero seguro, ¿no? <ríe> Entonces, lo que h í son unos procedimientos que ya están muy、sí. protocolorizados de,、sí, sí, sí. de hacerlo de forma progresiva. También hay que asegurar que haya suministro eléctrico en el entorno de la central para que los generadores. Que nutren de, de electricidad los grupos、eh, nucleares y, y también los de ciclo combinado, incluso a las empresas hidroeléctricas, pues、eh, tengan suficiente potencia como para no tener que interrumpir、uh -huh. el servicio. Esto poco a poco se está produciendo y por eso estamos ya más cerca de recuperar la normalidad. que Hay que recordar que nos、sí. detiene este mediodía sí, sí, desde t e l e t r i entre 6 y 10 horas, horas、sí. con lo cual,、sí. eh, bueno, nos estamos ya llevamos 6 horas y media desde que empezó、sí. el apagón, sí, sí, sí. así que estamos. Entrando dentro de esa horquilla en la que deberíamos empezar a resolver este problema. Va,、no, va a ser noticia cuando vuelva la luz a Madrid. A Madrid, a la comunidad de Madrid, porque claro, son muchos millones de habitantes. e h Claro, eh, lo que está ocurriendo es que el inicio de la vuelta al suministro se está produciendo, digamos, por los extremos, que es por donde puede entrar sí, la electricidad es que de, de Francia, de,、R、de Marruecos、R、sí, o sí. de Portugal. Sí, sí.、Eh, por eso se hablaba de que、eh, la recuperación de la electricidad peninsular se hacía por el norte, por el sur sí, y por sí, el oeste.、Sí. Eh, y poco a poco, de ahí, la mancha de ciudades con luz se va extendiendo、uh -huh. hasta que llegue. No sabemos si será la última, pero sí, probablemente sí, sí. de las últimas a, a Madrid. Muy curioso lo que nos han contado los compañeros de Radio Club Tenerife: como Canarias tiene, un sistema、sí. ele... bueno, tiene sistemas eléctricos distintos para cada, bueno, isla, cada isla, como、sí. cuando se va nadie les socorre. Pero cuando otro tiene problemas, ellos se libran, ¿no? Sí. Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Sí,、se、tienen han, unos sistemas esto, ¿no? totalmente distintos.、Eh, en el、curioso. caso de Canarias es muy distinto al,、sí. incluso al, del, al de las Islas Baleares. Y eso、eh, les genera ventajas en algunos casos,、claro. como es ahora claro, que n o、claro. no、han sufrido. También cuando hubo el pico de precios, no lo sufrieron tanto como, como en la península.、Eh, pero sí que、eh, también les supone algún problema, porque digamos. Tienen más riesgo de apagones allí que en la es península. Es verdad, y, y, los por tienen, cierto... y los tienen, de hecho. Y los tienen. Por cierto, me está escribiendo uno de los compañeros de Radio Madrid, Carlos Cala, que me está diciendo ¿Sí? que en Madrid empieza a haber luz, por ejemplo, en、Oye. Galapagar. Bueno. Mira, algo es algo. Recordemos que hay 30.000 personas repartidas en más de una veintena de trenes de larga distancia, fundamentalmente, que están por ahí desperdigados y que todavía no han conseguido enviar otros trenes para remolcarlos o servicios de autobuses, que llevan muchas horas. Y recordemos también que hay un montón de estaciones, que si quieres r e p a s a la lista, Jordi, que van a permanecer abiertas esta noche, estaciones de tren, entre ellas Atocha y Sanz, es. Madrid, Barcelona y también otros lugares,、sí. para que al menos la gente que se ha quedado tirada. Pues tenga un sitio donde, en fin,、eh, son, per pernoctar, p o、claro, c l a m a r l o así, ¿no? Son dos estaciones en Madrid, tanto la de Chamartín como la de. Mira, en las, Rozas, de... en las Rozas ya tienen luz también en Madrid. Y... Me lo dice Jorge Blas, que pues, es mago. No sé、si、s pues... o sea, Él si fíjame. dice que tenemos luz, pero sí, sí, en, en Las Rozas ya ha llegado también. Al margen de las dos estaciones grandes de Madrid, a Tocha de Chamartín y la de Sanz en Barcelona, también se mantendrán abiertas durante toda esta noche las estaciones de Renfe de Bilbao, Valencia. Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid y Málaga.、Mm. Hay que recordar que esto se hace porque no está previsto que circulen hoy trenes de media、mm -hmm. ni de larga distancia y, por tanto, los pasajeros de estos trenes. Cer cercanías de Madrid tampoco, ¿eh? lo acaban de, de, de confirmar, creo. Sí, Cercanías en Madrid no va a retomar el servicio hoy. Sí que、eh, está previsto que se retome el servicio de cercanías en algunos otros núcleos de, de, de cercanías de, de la península, pero ya decía el ministro que se necesitan un mínimo de dos horas, dos horas desde horas, que vuelve sí, sí. la luz para poder. A, volver a poner a circulación los trenes. Así que en el caso de Madrid,、mm. como la, son las 7 aún no hay luz,、eh, probablemente hasta que se recupere de forma estable, aún necesitaremos、claro. pasar unos minutos. Pues sí, probablemente sí. nos acercaremos p a s s a a d las 11 de la noche donde apenas hay trenes y sí, lo sí. que hace ya es esperar a mañana. Estaba pensando en, pensando en el faro esta noche que、sí. historias del apagón de este, pero igual、claro. de otros apagones, porque estaba haciendo memoria y en agosto del 2003, que a mí me tocó aquí en la radio esa noche, hubo un gran apagón en Estados Unidos que afectó a Nueva York. Y en Italia, el mismo año que Lo hemos contado hoy. Y fíjate, eso sí, fueron sí. 55 millones de personas afect sí, sí. afectadas. Ocho、Historias、estados, de parte de Canadá. Sí, sí. Y al final, las causas fueron mal estado de las infraestructuras. ¿no? Y, y y historias de apagón hoy y, y luego se caso, quedan las estaciones abiertas、claro. para que la gente duerma. duerma claro, claro. En el suelo, en los asientos. Entonces, también vamos a tener 900, 100, 800 para que nos llamen sí, sí. y nos c u e n t e porque esto de dejar、sí. las estaciones abiertas en el para caso, que la gente duerma. Italia, como pueda, ya me bastante En el、llamativo. caso de Italia, el gran apagón de 2003, que afectó a 56 millones de personas durante 24 horas, fue por la caída de un árbol en los, en los Alpes.、Uh -huh. Hoy. Insisto, hoy no hay todavía explicación oficial sobre las causas. Recuerdo las palabras del presidente del Gobierno en su comparecencia. No tenemos evidencias concluyentes, no descartamos ninguna hipótesis, seguimos en contacto con la OTAN.、Eh, yo lo dejo ahí, pero creo que es suficientemente claro el puzzle de estos elementos para pensar cada uno lo que quiera. Pero, insisto, han pasado tantas horas. Que si esto ha sido un problema técnico causado por un incendio, una sobrecarga, un árbol, no, 40 árboles que hayan caído, lo que sea, si es o si fuera algo así, yo creo que ya se sabría. No, no, no, no, e es z que no quiero es, es especular. Poco, es poco Yo creo que no se sabría, sí, sí, sí, pero el ¿no? mensaje、sí. del presidente del gobierno, la alusión a lo de la OTAN, y no descartamos ninguna hipótesis, bueno, dentro de un ratito lo confirmaremos, porque esto tarde o temprano se sabrá, pero ahora mismo pinta lo que pinta. Y veo a Aymar Reto ya que vuelve por aquí,、eh, porque en Málaga no, Málaga no ha podido llegar, se iba hasta tarde noche, pero no. Él va a estar aquí al frente de, de Hora 25 para seguir con este especial informativo que dura prácticamente todo el día. Hola, i m a r de nuevo. ¿Qué tal, Carlas? Pues,、eh, pff, ¿tú, qué? tú qué crees, no, ya veremos, ¿no? De momento creemos en los datos.、Eh, sí, claro, los datos? claro, los datos están ahí, pero bueno, de la información también se nutre del contexto. Sí, efectivamente. Y el contexto de lo que se ha dicho y de lo que hemos visto es el que es. Y ahora nos callamos y que suenen los pitos de la hora como Dios manda. Mira q u é bien suena. Venga, va. Primera música. No, no, música. pues Tampoco、Vamos. te calles mucho porque. Bueno, joder. <risa> música antes de los pitos, siempre señales horarias, ¿eh? Los pitos son señales horarias. Ole, son las 7 de las 6 en Canarias. Pues ahí seguimos. Edición especial de los servicios de informativos de la cadena SER por el apagón masivo en España. Ahora mismo, recordemos, repasemos. Se ha recuperado el suministro en varias zonas de、mmm, Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura, Andalucía por el otro lado y Madrid ya empieza también.、Mm. En red eléctrica está Pablo Anzola, ¿no Aymar?、Está. Eso es. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí estamos viendo la gráfica de seguimiento eléctrico que muestra precisamente cómo se va recuperando ya la demanda de energía. Ahora mismo está en torno a los 14.700 megavatios y para entender qué supone eso, bueno, pues sigue todavía muy por debajo de los 26.000 que Red Eléctrica tenía previstos se demandasen justo a esta hora, a las 7 de la tarde, en toda la península ibérica en condiciones normales. Es una gráfica muy, muy anómala. Se escuchaban aquí algunas voces en Red Eléctrica porque lo estabais contando. Todavía quedan muchas comunidades sin suministro. Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana o Madrid siguen de momento sufriendo ese apagón y en parte del territorio del resto de las autonomías, según el último comunicado de Red Eléctrica, el suministro está ya restablecido. Bueno, lo último es en la periferia de Madrid, como estamos comentando.、Sí. No sé si estamos hablando de Mar con gente que acaba de recuperar ya la luz. ¿Tenemos algún testimonio de eso? Sí,、aquí? lo tenemos. Por ejemplo, ¿Eh? en GETAF está e la periodista de la Ser Minerva, Marcos、Minerka. Minerva. ¿Cómo、Minerka. estás? Pues, a m a r lo primero que hemos visto han sido los semáforos que han empezado a funcionar、Mira. y ya luego poco a poco se ha ido encendiendo la luz en algunos locales, bares y tiendas. Lo poco que continúa ha abierto a esta hora. Ha vuelto la luz, al menos en la zona centro de la ciudad, de aquí de Getafe. Ahora mismo estoy en casa,、uh -huh. es el único sitio en el que puedo llamar a través del wifi porque hay poca cobertura, no hay. Y todo, Aymar, dentro de casa funciona con normalidad. Minerva, pero la luz es estable o va y viene? Yo creo que ha colgado. Eh, pero bueno, n、no, s e、no, ve que muy estable. Claro, no es. claro. No, no, aquí hay, hay, hay, hay que hacer un uso responsable del móvil. y ha, ha sido una cosa. b a j a d a Onda, ¿sabes? Pedro ¿sabes? Jiménez, tú qué ves. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Aymar. Pues un poquito lo mismo que Minerva. Mira, yo estoy hablando con vosotros aquí por la, por la línea, ¿no? por lo que nosotros conocemos como, como el talent. Sin embargo, el teléfono fijo,、eh, este no funciona. O sea, este, tú descuelgas ¿Mm? y el teléfono fijo, que todavía tengo yo alguno por casa,、eh, comunica. b a j a d a Onda, zona noroeste de la comunidad de Madrid, hace menos de media hora que ha vuelto la luz. Hemos estado. e s t a d o seis horas incomunicados. Vemos semáforos que funcionan, los ascensores funcionan. Este municipio, de más de 70.000 habitantes, tiene estación de cercanías que ha sido, pues os podéis imaginar cómo ha sido la estación de cercanías durante todo el día, por lo mismo que el, que, que el resto, porque no hay un、eh, bueno, un servicio. El servicio está completamente interrumpido y también tenemos un hospital de referencia, el hospital Puerta de Hierro, que da servicio a todo el área 6 de la comunidad de Madrid y ha habido, Aimar,、eh, problemas. Es verdad que los generadores han funcionado, se han aplazado las. Operaciones no urgentes, pero bueno, ha habido problemas en、eh, departamentos de diagnóstico. Luego, desde primera hora, hemos visto supermercados, tiendas,、eh, a la gente comprando hornillos, velas, pilas, eh, linternas. Eh, bueno, ha sido un poco un poco caos, pero la verdad es que、eh, se va recuperando poco a poco la normalidad aquí en la zona noroeste también de la Comunidad de Madrid. En las Rozas, en Torrelodones también está volviendo la luz, fuera de la Comunidad de Madrid, en Cantabria, en Santander, en Torrelavega, en Suances también está volviendo la luz. Buenas noticias, por tanto. De momento lo que falta poder、no. saber es qué ha pasado、sí. q u é ha pasado? Las causas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que se están investigando. No descarta ninguna hipótesis. Pide un uso responsable del móvil a los ciudadanos.、Mm. Dice: llamadas, hagan. Pero h a g a n l a s cortas. Sara Serra, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a esta hora, además,、eh, se reúne de nuevo el Consejo de Seguridad Nacional en la Moncloa. Es la segunda reunión. Está el presidente, los ministros, la directora del CNI. Se vuelven a reunir para seguir analizando ese apagón extraordinario. De momento, el gobierno no conoce las causas que han provocado el apagón. Están, dice el presidente, trabajando en ello. Pero lo importante ahora, insiste Sánchez, es restaurar la, la electricidad lo antes posible. Ya sabremos las causas. No descartamos ninguna hipótesis. Pero ahora debemos centrarnos en lo más importante. Que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Esa es la prioridad, recuperar la normalidad. Sánchez no ha dado un plazo, una hora aproximada, de c u a n d o ocurrirá y hace esas recomendaciones: limitar los desplazamientos, evitar bulos e información falsa y hacer un uso responsable de los móviles. Y Feijó, o Sara, porque el PP europeo se va a reunir、eh, a partir de mañana, o se iba a reunir a partir de mañana en Valencia para celebrar su congreso a nivel continental. ¿Eso sigue en pie? Sí, de momento lo que, lo que tenemos de Génova es que Feijó, o que está ya en Valencia para. Ese congreso acaba de cancelar t o d a su agenda para el día de hoy. Tenía、claro. hoy un encuentro con representantes del PP Europeo, una cena con parlamentarios, pero lo ha cancelado. Y dice además que su participación en los actos relacionados con el Partido Popular Europeo, ese congreso que empieza mañana, dependerá de cómo evoluciona la situación. Ahora mismo hay 26 trenes de alta velocidad、sí. parados en varios puntos de España por el apagón con gente dentro. Edu Hernández. Qué tal, muy buenas. Sí, además de todos esos trenes de alta velocidad, también tenemos otros servicios ferroviarios afectados, como dices, con. ...con Trenes parados, dos media distancia de Madrid, uno en Barrial de Pozuelo y otro en Santa María de Alameda, que están pendientes de evacuar. También otros dos en los túneles de Jardín Botánico, que están siendo ya evacuados. En Barcelona empieza a recuperarse la tensión en las vías, aunque hay tres trenes a la entrada de diferentes estaciones que están esperando también a ser evacuados. El ministro acaba de decir que van a abrir más estaciones esta noche: la de Pamplona, Cam de Tarragona, Tudela, Santiago, Zamora y León, y están pendientes de confirmar Orense y Salamanca. Mucha precaución en las carreteras todavía. La DGT. Recomienda no n coger el coche si no es imprescindible、claro. por el colapso en algunas vías. Déjete, Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento continúa habiendo cortes intermitentes en todos los accesos a Madrid en las vías principales para todos los vehículos, salvo para el transporte público, por lo que encontrarán el tráfico denso en las entradas a la comunidad madrileña. Y además recordarles que en la zona donde no se ha restablecido la conexión siguen sin estar disponibles las cámaras, los semáforos y los paneles de información del tráfico, por lo que aún todavía les recomendamos que eviten los desplazamientos que n o Sean estrictamente necesarios. g r a c i a salva, esta es la situación ahora mismo, Francino. Pues,、eh, edición especial de hora 25 y también. ¿no?、Sí. Nosotros seguimos aquí en la ventana. u n a edición especial que se va a dar la mano. Sí, ¿no? sí, la sí, 25, sí, sí. Día, de radio día, día de, radio, de radio, día de radio, día, tarde、bien. y noche de radio, sin ninguna duda. Hasta luego, César. Un abrazo, Eymar. ¿eh, Chao. Cadena Ser. Servicios informativos. Mi experiencia con Chema Rodríguez. Pepa, Tata Pepa, que sigas por muchos años animando al Cádiz. Digo. Un beso bien grande. Yo, mira, me dice una cosa: yo voy a estar c o n el que se murió, que voy a dar por culo hasta la última hora. <risa>、pues、no e voy e n o no, pero es que me parece muy bien. Martes en Hoy por Hoy, con Ángels Barcelona. Cadena Ser. Llegan los días de belleza del corte inglés.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 Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Carmen m a r t í n g a i t e es una de las escritoras más importantes y galardonadas de nuestra literatura. Tiene una obra literaria extraordinaria, de una calidad brutal, innovadora y rica, profunda, que fue creciendo con el tiempo. Hay que leer a Carmen m a r t í n g a i t e empezar por el principio y recorrerla. Hemos llegado esta tarde, después de varias horas de autobús. Nos ha avisado el cobrador, nos ha dicho en voz alta y, desde luego, b i e n inteligible. Cuando lleguemos al puente, pararemos para que puedan bajar ustedes. Yo incliné la cabeza, fingiendo dormir. Carlos respondería a lo que fuese oportuno. Él se levantaría primero y bajaría las maletas. Se iría preparando camino de la puerta. Me abriría paso cuidadosamente a lo largo del pasillo. Pendiente de sujetar el equipaje y de no molestar a los viajeros, se volvería a mirarme. Cuidado, no tropieces. ¿Me permite? ¿Me permite? Y yo solo tendría que seguirle, como en un trineo. Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro una hora con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, cadena Ser. ¿Te falla la memoria? Toma The Memory Senior. The Memory contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory Senior, de PharmaOTC. La ventana con Carlas Francino. l muy especial de la ventana son las 7 y 10, las 6 y 10 en Canarias. En apenas 10 minutos, las emisoras locales eh, retomarán, eh, cogerán el testigo para dar todos los datos, todos los detalles de lo que ocurre en sus territorios en este día tan especial, marcado por el apagón que empezaba a las, a las 12 y media. Y que ha afectado prácticamente a, bueno, sin prácticamente, sin a, a toda la península y del cual no se conocen todavía las causas. Ahora mismo la atención y la noticia la tenemos en Madrid, Madrid capital y Madrid comunidad, porque es el lugar más densamente poblado que quedaba, que queda aún pendiente de recuperar el suministro energético y en algunos lugares ya ha vuelto la luz. Por ejemplo, en Villanueva de la Cañada, donde está nuestro Jesús Gallego de Deportes. Gallego, hola. Hola, Carles. ¿Qué siempre, pasa, hombre? Siempre, bueno, siempre es una alegría escucharos, pero hoy más que nunca, porque hasta hace media hora no hemos tenido luz. Y, y gracias a, a la radio, a la eternidad de ese maravilloso medio en el que tenemos la suerte de trabajar, hemos estado conectados con el mundo, porque ha sido una experiencia. Bueno, voy, voy a contaros: 12 y media de la mañana, estoy trabajando en el ordenador, ¿Sí? se, va, se, se va la luz, no hay wifi, no hay internet. La primera. Eh, eh, Misión es ver si es de tu casa solo. Claro, claro. Eh, eh, pero ves que sales a la calle y empiezas a ver si es en la zona. En ese momento pasa un coche, dice que iba escuchando la radio y dice: No, no, que es en toda España. Entonces entras en casa y empiezas a buscar tu, tu, tu transistor, que los tenemos ahí apartados. ¿Dónde está la radio? ¿Dónde está el transistor? Entonces aparece, por supuesto, en esta casa hay transistores. Lo que pasa es que estaban perdidos. Co Coges el transistor que no tiene pilas. Eso e o q e iba、pilas. a decir. Entonces te diriges directamente al cajón de las pilas, que en todas las casas hay un cajón de las pilas. ¿Cómo son las pilas? Son pilas gordas. No hay pilas gordas, Dios mío.、No、las del mango a distancia. No hay pilas gordas. De... No, pero no, de las、Dios. gordas, gordas. Ya, ya, ya. Bueno, entonces ya la vez. Tenía unas pilas gordas. Ay,、bueno. Coges las pilas, funcionará la radio. Enciendes la radio y suena Javier Casar. Y dices: Dios mío, no es tan grave todo. No es tan grave todo. La serie está funcionando. o ¿no? n Ha sido un, un rato de, de, de una película de, de terror. Eh, aquí en el, en el barrio donde vivo yo, el,、mm. el supermercado está, estaba lleno de gente con las puertas cerradas porque les había pillado、sí, sí, d e n t r o、sí. comprando, las puertas se habían cerrado y hasta que ha llegado un técnico y las ha abierto, han tenido que, que quedarse allí. Y luego en el, en el chino del barrio, supongo、sí. que esta imagen habrá pasado en todas e s Sí, España, sí, en todas partes. En el chino del barrio ha habido una cola tremenda: la gente comprando pilas, preguntando si había linternas, el pan allí se había acabado, la gente se llevaba pan de molde, embutidos. Bueno, sí, sí, una. Película un poco de, de terror, que luego la gente ha ido asumiendo poco a poco.、Sí. Ha habido gente que ha hecho autostop que no lo había hecho en la vida, por ejemplo, que me han contado también para, para subir hasta aquí y poco a poco se ha ido. Bueno, nos lo ha contado la, la la nuestro, nuestro corresponsal en Portugal, Abrar Suárez, ha dicho que ha podido llegar mismo, a donde、claro. tiene que llegar haciendo、sí, sí. autostop, porque si no había manera. Cuando he llegado yo ahora por la tarde aquí a la radio, había una persona abajo, una señora con su hija, diciendo si alguno habíamos venido en coche y les podríamos acercar a barajas Ostras, porque claro, tenían que, que llegar a un avión. Ostras. Pero claro. Primero, que nadie、no. tenía coche de los que estábamos allí, y, y que bueno, aunque un coche tampoco es una solución hoy, ¿no? tal como está el tráfico ahora mismo. ¿no? Bueno, Gallego Guapo, c u l d a t e mucho. Venga, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por el trabajo. Ay, viva la radio. Mírate, viva la radio, sí, señor. Bueno, y seguimos en Madrid. Lidia Payo, compañera de Radio Madrid, está ahora mismo en uno de los lugares de esos que cuando se va la luz, todos miramos hacia allí porque es un, un lugar estratégico, que es un hospital. Está en el Hospital de La Paz.、Eh, Lidia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, queremos una ¿Sí? fotografía sonora, a ver qué ves desde tu ventana. <risa> pues mira, Carlos, ahora mismo contrasta el ambiente tranquilo en esta plaza,、eh, pero con todo el caos que hemos vivido por el tráfico hasta llegar aquí, nos han contado los profesionales del hospital que están pasando consultas con algo de retraso, pero bueno, con la normalidad que permite un día como hoy, son las urgencias, desde luego, las que tienen prioridad. También hay algunas operaciones programadas que han cancelado y están llevando a cabo aquellas más prioritarias. La imagen más inquietante, desde luego, es la de los pasillos que ya nos contaba nuestro compañero、mm. Javier Ruiz. Los pasillos、sí. a oscuras están funcionando, los generadores, con lo cual no tienen que tener ningún tipo de preocupación. Pero tienen orden de utilizar lo esencial: es decir, no pueden cargar teléfonos ni ordenadores. Las admisiones de los pacientes las están haciendo a mano. Y bueno, siempre en estos días hay momentos y historias bonitas. Así que nos acabamos de encontrar con unos padres que estaban aquí tranquilamente sentados、mm. con un carrito de bebé.、Eh, su bebé es Diego, tiene ocho meses. Hoy le han dado el alta después de cinco días tras una operación a corazón abierto. Así que,、Ostras. bueno, pues、eh, historias bonitas que, ta、yeah. que también e n c o n t r a Tan con, con un día como hoy, con el caos que hay alrededor de, de este hospital de la paz tan, tan céntrico、mm. y con tantas j o d e r me estoy、historias. acordando con esto que dices, Lidia, una, una historia que nos ha contado un oyente que se ha marchado la luz mientras estaban operando a su padre a corazón abierto. Wow. Que luego ha salido todo bien, pero al comentar a lo,、uh -huh. de, lo del niño también. Bueno, pero esa también es una historia con final feliz, o sea que lo, sí, que lo celebramos. A ellos le han dado e l alta ya, así que están felices, deseando irse a casa. Un abrazo muy grande, compañera, cuídate mucho. Igual, c h a r Fernando Bayo, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Fernando Bayo, compañero de Código de Barras. A ver, asuntos relacionados con el consumo, con los consumidores. A ver, este día. Va a dejar daños. Sí, daños, daños y perjuicios.、Sí. Va a dejar daños en la industria, en las empresas, en, en, los los hogares. en las neveras, en los、claro. hogares, alimentos que. Bueno, se va a dejar、eh, rastro. ¿Tú tienes una nevera en casa? Tengo una nevera en casa. Entonces ya tienes un problema porque tienes alimentos perecederos、eh, sí, que seguramente y, y se van、cuántos. a echar a perder, unos cuantos.、Eh, bueno. Si no vuelve la luz pronto, sí. Sí, como <risa> desde todos. Desde estamos todos pensando, sí, Oye, ya, hemos ya. metido una bolsa de hielo, ¿hay alguna manera、ya. en la que podamos contener un poco、ya. la temperatura para、ya. que no se nos eche a perder todo el congelado, el producto fresco que tenemos? Bueno, pues. Habrá que ver en cada caso. Yo por lo menos en casa lo que he dicho es... Que quien pudiera bajase a uno de esos bazares a tomar las bolsas de hielo que hubiera、ah, posibilidad、claro. para meterlas en el congelador, para meterlas en la nevera y al menos intentar mitigar esa pérdida de temperatura、mm. todas las horas que fuera posible. Pero incluso personas que tienen medicación. Fíjate, claro. Una persona claro, que yo conozco、claro. que es diabética y tiene insulina en casa, sí, en la nevera. En la nevera. Claro, lo, lo primero sé, que me ha dicho s e me va a echar a perder l e ha dicho corriendo、sí, Recorriendo sí. por hielo, mete la insulina en el hielo y por lo menos que te aguante unas horas más, las que puedan ser hasta que vuelva、mm -hmm. la luz. Pero bueno, hablábamos también de r d i De, de billetes de tren, billetes de avión, planes, negocios, es decir, hay una pérdida enorme sí, sí, sí.、Eh, de, de, de todo tipo、eh, porque, claro, esto afecta en todos los ámbitos sí, de la sí, vida sí, cotidiana.、Todo. Cadenas de producción es... que se habrán parado. Claro. O s sea, e bueno, bueno, la cosa es, la pregunta, desde el punto de vista del consumidor. A ver si te la puedo resolver. Claro. No, no. ¿qué, qué, ¿Qué podemos recuperar de esto? Bueno, pues. Es decir, probablemente... yo tengo un viaje a,、eh, a las Maldivas y、claro. lo he perdido. ¿Qué hago? Pues es que. que no lo tengo, es, es, un, es una suposición. Seguramente muchas aseguradoras van a decir, oye, esto es un imponderable, es decir,、sí. esto no se puede hacer. O sea, no, no, no estamos en disposición de afrontar un evento que se escapa de nuestro control, como es el caso, en caso de que se demuestre, pues un evento natural, un desastre, una catástrofe.、No No、sé si en este caso computaría o no pero, como e s imponderable natural. ¿claro? Pero de la, exacto, de la misma forma que hay un consorcio de compensación de seguros, o sea, cuando hay un h u r a c á n O incluso、claro. un ataque terrorista. Exacto,、también. lo q u no lo cubre. Pues es que es lo que no sabemos, porque claro, como además estamos teniendo problemas para poder contactar claro, con claro, las asociaciones claro, de consumidores、claro. por teléfono durante todo、claro. el día, las pocas comunicaciones que mantenemos son muy entrecortadas y no tenemos forma de consultar claramente todos los casos. Pero bueno, entendemos que a lo largo de las próximas horas se van a ir emitiendo diferentes comunicados、claro. explicando en qué circunstancias. Y bajo qué preceptos usted puede recuperar,、claro. puede reclamar esos daños, esos perjuicios, esas pérdidas que se han producido en su hogar, en、claro. su empresa. a、claro, y ante、eh, quién se reclaman? Si es ante、claro. un consorcio de seguros, una empresa privada, tu seguro privado, si lo tienes.、Claro. Sí, sí, efectivamente. Claro, porque habrá daños a diferentes escalas. No es lo mismo gente... una, una empresa mediana,、sí. una multinacional, una gran empresa que un hogar, no, o、supuesto. que un particular, o que un autónomo. Ese, seguro que en todos los hogares、ya. va a haber pérdidas. Eso está clarísimo. Porque todos tenemos neveras, tenemos sí, electrodomésticos sí, sí, sí, que sí, pueden sí. haberse visto afectados y、eh, planes. Personales que se han visto trastocados sí, sí, completamente. Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, va a haber seguramente miles de reclamaciones. La cuestión va a estar ahora en tratar de encauzar todas esas reclamaciones a través、pues、eso, de los cauces oficiales, de las、uh -huh. asociaciones de consumidores, que son quienes mejor conocen cómo se puede y hasta qué punto se puede reclamar las pérdidas que se hayan producido. Es pero, una ¿cómo? pena que no podamos hablar con nadie, pero、eh, yo no sé si existe algún tipo de, de protocolo o r e g l a m e n t o lo que sea que contemple. Esta eventualidad es de hoy. p o q u e yo creo que esto no lo esto no había contemplado en mucho tiempo. No había pasado claro, nunca. Entiendo que, bueno, Rafa, a lo mejor tú. No, no, aquí no. Yo estaba pensando, sí, que cuando hay caídas de, de, la, bueno, de, tensión, de la electricidad, sí, de tensión, s a h í Sí, sí, s Un procedimiento para reclamar, incluso no, daños no, en claro, electrodomésticos claro, o en sí, ordenadores.、Claro. Esto sí hay un procedimiento.、Porque、pero algo. De tal magnitud Que claro,、no、sea hasta general, qué punto, claro. Y dependerá, como bien dices, de lo que estamos todos pendientes o estaremos pendientes una vez que vuelva、eh, el suministro a todos los hogares y a todas las casas, de, de saber cuál es la causa. O sea, no va a ser lo mismo si la causa es un accidente que una mala gestión o una mala intervención humana. ¿no? Claro, puede... pero por lo pronto lo que hay que tratar de evitar en todo caso es pues, bueno, mit intentar mitigar esos daños. Pues como decíamos, intentando colocar algo de hielo, lo que se pueda, en la nevera, en el congelador, para evitar、claro、que... que se eche a perder toda esa comida、eh, y tratar, pues, en la medida de lo posible, de, de tirar de l a De conservas, en fin.、Mm. Pero la pelota ahora está en el tejado de las aseguradoras? Pues o no. Depende si uno tiene asegurada、sí, sí. la vivienda claro, y claro. en esa póliza de seguros se incluye、Muy、el producto perecedero, las pérdidas. Probablemente sí. En otros casos,、Muy、seguramente、bien. tengamos que ir al, al consorcio de seguros. Muy bien, Fernando Bayo. Gracias, compañero. La ventana con Carlas Francino. Hoy, más que nunca, hay que repasar lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Nos lo queríamos perder, Isaías. Sí, oye, el día lo comenzábamos esta mañana con la resaca deportiva de la final de la Copa del Rey. ¿Qué te voy a contar? Con un Rafa Cabeleira, pues feliz, como buen culé, recordando momentos en que estuvo a punto de infartar durante el partido. Y Galdes Reguera, pues le entendía perfectamente. Yo creo que tuve momentos de crisis, ¿eh? Yo tuve algún momento <risa> en que estuve a punto de conectarme a la máquina hasta que te toma la,、eh, tensión. la tensión y estas cosas. h、eh. Un b o u momento que tenía las pulsaciones eh, subidísimas, s ¿eh? Lo digo ahora que estará mi madre tranquila desayunada. Igual, igual la pobre mujer se atracanta con una galleta Pero hubo un momento que tenía las pulsaciones、eh, por las nubes. Pero pero qué felicidad.、Eh. Ya.、Yeah. No hay nada más bonito que ganar la final de c o p a de Estar. Es otra cosa que yo h e e s t a d o en varias、eh, y me he cruzado con vuestro equipo. Y, y bueno, estar y perder es un fastidio. Estar y ganar al final, j o s é punto de alivio. Te estaba hablando de una persona que estuvo a punto de infartar en los penaltis el año pasado. Luego me decían, o yo estaba convencido. Decían, o no, las narices. Ahí estábamos todos a punto de salir del estadio. Pero cuando pasa el tiempo, el recuerdo es maravilloso.、Eh. La resaca de un reporte. acuerdo Maravilloso, y hemos tenido el consultorio de Pop Pop. Y en Desmontando Mitos se han planteado y han hablado de esas personas que nos han marcado la vida, aunque no los conozcamos. Pero, claro, de la misma manera que el pasado lunes comenzábamos un día normal y una noticia nos impactaba, debo anunciar la muerte. Del Nuestro Santo Padre Francesco. Pues hoy, poco después del mediodía, cuando todos habíamos experimentado un corte de luz en nuestras casas, en nuestras oficinas, llegaba la noticia de un inédito apagón general. Tenemos noticia de última hora. Os habréis dado cuenta de lo que ha ocurrido. Yo no he querido contarlo en antena.、Eh, se nos ha ido la luz del estudio hace unos minutos. Yo estaba leyendo el guión porque tengo a que. Y a, a partir mon... de ahí, nuestra emisión se ha convertido en un verdadero río informativo. Y hora 14 comenzó hoy a las 13. Noticia de última hora. Estamos en plena caída generalizada del suministro eléctrico en buena parte de España y Portugal. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Jordi Fábrega, ¿qué datos tenemos? Buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos que desde aproximadamente las doce y media hay varias ciudades donde se ha producido. Ese era el primer flash y después las primeras fotografías que nos llegaban desde Cáceres o desde un pequeño pueblo de Valencia. Pues calles que están llenas a esta hora con todos los vecinos que han bajado a buscar una explicación de lo que está ocurriendo. No, a tiempo real. También están aquí los responsables de los negocios que han tenido que cesar su actividad de manera obligada, salvo alguna ferretería, por ejemplo, donde hemos visto que acudían vecinos a comprar bombonas para los camping-gas. Mira, estoy en un pueblo muy cerquita del área metropolitana de Valencia, se llama Benifayó. ¿Qué hay en este momento? No hay caos de tráfico, que el tráfico es mucho menor que en una gran ciudad. Lo primero que he hecho ha sido bajar a comprar pilas para el transistor de toda la vida. <risa> se han agotado ya. Mucha gente haciendo cola, pidiendo. Viendo, preguntando por linternas, haciéndose a la idea de que quizá hay que prepararse por si fuera a largo plazo, mirando también todo el mundo la batería que les pueda quedar. Y desde Red Eléctrica Española, Eduardo Prieto nos decía cuánto podríamos tardar en recuperar la normalidad. La total recuperación del suministro eléctrico se alargará、eh, durante varias horas. Podemos estar hablando en el rango de 6-10、eh, horas, si todo va bien, como digo, hasta la reposición del último de los consumidores. Y a las cuatro de la tarde tomábamos el relevo. El tiempo es una guerra perdida. Y avanzamos a golpe de dudas. A esa hora teníamos que haber hablado con Enrique b u m b u r i pero tenemos ahí una cuenta pendiente con él, porque teníamos que seguir hablando de este apagón general. Jordi Fábrega nos contaba cómo estamos recibiendo electricidad de otros países, por ejemplo de Francia, justo lo contrario de lo que pasaba un poquito antes de producirse el gran apagón. De hecho, justo antes del apagón, nosotros estábamos enviando electricidad a Francia. ¿Mira? Y desde la una y media aproximadamente,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 El apagón ha trastocado la normalidad hoy en España y también los planes. Así que hoy arrancábamos el programa disculpándonos con los oyentes con los que esta noche p、pues, u esperaban e s a Aymar Bretos en Málaga. Yo ahora tenía que estar en un tren,、eh, dirección Málaga, porque esta noche teníamos hora 25 desde Málaga, desde el Centro de Ciberseguridad de Andalucía. Y habíamos convocado allí a los oyentes. Queremos pedir perdón a los oyentes de Málaga porque, claro, evidentemente, claro. esta noche no nos vamos a poder encontrar en el tren, pero buscaremos entender, ¿eh? el momento, buscaremos ¿eh? el momento y la manera. Claro que sí. También nos disculpábamos con los. Que mañana esperaban ver a Ángels Barceló en Valencia, porque mañana se cumplen seis meses de la Dana. Ahora mismo estaría en un tren que salía a las tres y cuarto de la tarde desde Chamartín, camino de Valencia, porque mañana hacíamos un programa especial desde Valencia con motivo de los seis meses de la Dana. Bueno, aquí... lo haremos igual desde aquí, seguramente. ¿no? Totalmente. Y yo no descarto quedarme a dormir, porque iba con la maleta así un poco grande y me... no quiero bajar las escaleras con la maleta. Entonces yo no descarto quedarme a dormir. Yo también tengo la maleta aquí y solo hay un sofá Ángels. O sea que. Pero tenemos tú pides programas, muerte, pero no. Yo. yo puedo dormir mientras tú estás haciendo el Programa. Bueno, vale, es verdad, es o f á caliente. e a c Baseada a los sofás, otra cosa que se suspende: el partido de segunda división, Liga Hypermotion, entre la Almería y Racing de Ferrol. Se jugaba a las ocho y media en el campo de la Almería, se acaba de suspender. A partir de las ocho les damos más detalles. Son fotografías de cómo está alterando este gran apagón toda la actividad.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 Estoy con Manuel, con、claro. un lotero que hoy, desde luego, no ha podido vender nada. Hola, Manuel,、ah, buenas tardes. A las doce y media, sí. ¿Sí? <risa> <risa> hasta que ha cortado la luz. Claro, claro.、Ya、a partir de ahí, nada. de Manuel, tú que llevas aquí 16 años, me has dicho, trabajando, sí, sí. ¿esto no lo habías visto antes? No, ¿Te r e c u e r d a a un poco la pandemia? Nada más que la pandemia, cuando nos evacuaron todos para casa y、mm. nos encerraron. Pero lo demás, esto en la vida lo he visto: un apagón de luz y un bajón así de brazos cruzados. Tanto tiempo, ¿no? Y hoy, sin televisión, en muchos lugares de España la radio se ha convertido en fuente de información. A través de la radio hemos podido contar el g o t e o de zonas en las que comenzaba a recuperarse el fluido eléctrico. La primera señal la recibíamos en el área metropolitana de Barcelona. Sí, lo puedo confirmar. La electricidad se está recuperando en Barcelona y su、bueno. corona metropolitana. En concreto, Protección Civil asegura que las comarcas del Barcelonés, el Garraf, el Alpe Nedés, el b a l l Llobregat, el v a l l e s Occidental y el m a r i s m a empiezan a recuperar algo de alimentación. Esto sí, Protección Civil pide que en cuanto se empiece a restablecer. El servicio se haga un consumo responsable. Eso en Barcelona, y menos de una hora después, a las cinco y media.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 Perdona. Y La Rioja. Ana Castellano, s buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francino. Ya veo que hasta en los comunicados ¡Ahora! oficiales se olvidan de La Rioja. ¿eh? ¡Oh, toma! Eso, es una buena noticia. La Rioja Ay, también、mío. ya tenía luz, por lo menos algunas áreas de esa comunidad. Y en red eléctrica nos debían de estar escuchando, Francino, porque unos minutos、sí. después. Es que acaba de actualizar red eléctrica las comunidades. A las, hoy, a las que ha recuperado la luz,、ahorita. hay una más respecto a las que habíamos dicho. Habíamos dicho Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura, Andalucía. Y ahora han sumado a La Rioja. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Se han escuchado. Sí, ¿eh? bien. Bien. Y a las seis de la tarde ha comparecido el presidente de gobierno con un poquito de retraso. Algunos se han quejado. Entre ellos, i v o n Pellote, que quería ayudar.、Mm, soy i v un Pellote que está, está tardando en la comparecencia y tardando en ponerse en contacto conmigo. Y yo me pongo a pedalear, me cago con una dinamo conectada <risa> y doy luz a todo el país fácil, ¿eh? Bueno, a las seis de la tarde por fin compareció Pedro Sánchez. Sobre las causas.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 Seguridad, es muy importante invertir en、mm. defensa, cuidado con los ciberataques y hoy.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 Habría confirmado en rueda de prensa que el apagón es por culpa de un ciberataque ruso, como si la hubiera dado la CNN norteamericana. También hay otras desinformaciones que apuntan a que el ciberataque no es ruso, sino que proviene de Marruecos.、Y、hay dos más、ah, que、oye. son muy locos. El primero es que apuntan a los aliens como responsables del de,、bueno. de apagón. Es v e r d a y bien. Y luego hay otra, hay otra que apunta que、um, ha habido una cuenta, digamos, de. Inteligencia artificial que se ha desarrollado, digamos, más de la cuenta y que ha decidido tomar el control del mundo, con lo cual ya estamos en manos de la inteligencia artificial que empieza a hacer de las suyas. En fin, que este 28 de abril de 2025 será un día que todos recordaremos y también ha sido un día. En el que nosotros hemos recordado. Michael Robinson.、Ahí. Hoy hace cinco años que nos dejó.、Ahí. En un día que recordaremos por ...bueno, por lo, todo lo que estamos comentando, desde anofagón. Estábamos en plena pandemia. Efectivamente,、sí. que tú me llamaste a casa. Estábamos y, en, joder, en plena pandemia. Y le echamos tanto de menos. Sí, sí. Pues sí. Esta es tarde,、raro. no sé si se mantendrá, pero Raúl Ruiz,、uh -huh. uno de los, eh, una de las voces del deporte que estará esta noche en el San a d r í n de la Guerra, como cada lunes, que creció al amparo de Michael Robinson, la tele en el día después y todo aquello. Presenta un libro cuya última página es una fotografía de ellos dos en moto, moto con, side, con Sidecar. Va Michael en el Sidecar y, y Raúl conduciendo la moto con gafas estas de estas del siglo pasado, que es, un, es una delicia verles y b u e nos n o sirve para recordar a un amigo al que echamos mucho de menos. Echamos mucho de menos a Michael y la presentación del libro de Raúl Ruiz se acaba de suspender. O、Bye. sea que va también para otro día. Pues nada, también lo recordará este día. Bueno, un día que recordará todo el mundo, por ejemplo, Miguel y otros tantos como él. Con familiares que tenían cita para hoy para ser operados. Bueno, estaban operando a mi padre justo del corazón y b u e nos n o hemos ido enterando de que no había luz y tal, y menos gana que, que pues eso, los quirófanos y las uzas. Y un día tal, que no olvidará Mohamed, un limpiacristales de edificios altos en Madrid. Acabamos de ser testigos de un rescate feliz, ¿eh? con final feliz, eso sí. Pues en el séptimo piso, desde las 12 y 20 de la mañana, se encontraba colgado. Eh, un limpiacristales, Mohamed. Cuatro horas.、Uf. He estado colgado cuatro horas en el, en el cajón de limpiacristales. Cuatro horas hasta que han venido finalmente los bomberos de Madrid. Pues lo han podido rescatar, ¿no? El día del gran apagón tampoco lo olvidará la madre de nuestro compañero Mario Panadero. Mi madre es médico, es médico de neonatos y pediatría en el Hospital San Pedro Alcántara de Cáceres y se jubila el viernes que viene. Y hoy era su última、no. guardia. ¡Hoy! Hoy era su、no. última guardia. Es muy de p e l i americana, tío. Sí, sí.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 y Ayude y pasar al lado y decirle, oye, tío, muchas gracias. Y por supuesto, y el faro siempre lleno de luz, pero tendrá que hablar del gran apagón. ¿no? Bueno, no te puedes imaginar、Hágase、la, la de ganas que tenía de decir hoy buenas tardes, porque llevo sin poder comunicarme con nadie de、ah. mi familia desde esta mañana,、eh, y esta noche vamos a, ni, na, ni con nadie del equipo, y esta noche vamos a hacer el faro apagón, lo haremos、claro. con llamadas, con historias del apagón de hoy, d o n d e te ha pillado, q u e estabas haciendo, con quién no has podido hablar, quién ha sido la primera persona、claro. con la que has hablado, eso es lo que vamos a hacer esta noche. Claro, es que por Esta noche tan especial. Pues nada, en hora 25 seguiremos informando puntualmente de lo que sucede, pero este día, que no olvidaremos ninguno, no lo olvidarán especialmente los compañeros de Radio Barcelona. Han estado más de cinco horas sin poder emitir, hasta que por fin, bueno, se hizo la luz.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 Pues、la、sí. calle Cáspel, pues abarrotada de gente, la entrada de la radio y toda la calle, sentada, sentada en la calle, escuchando Ay, bueno,、eh, qué era lo que、favor. estaba pasando. Hemos sacado、Fua. altavoces y, y se agolpaba la gente para escuchar qué,、bueno. qué es lo que estaba pasando. Bueno, y algo más que implica a los oyentes. Hoy, aprovechando la coyuntura, hemos convocado un concurso especial de relatos、ah. bajo el lema Hágase la luz. Se pueden enviar relatos hasta las doce del mediodía del próximo día cinco de mayo, lunes, a la página e s c u e l a d e e s c r i t o r e s c o m La página web de la Escuela de Escritores. Ganador, 500 pavos, 500 euros. Y primero, segundo y tercero, una radio a pilas para cada uno, por lo que pueda pasar. Y los otros dos finalistas, curso gratis en la Escuela de Escritores. Y no puede participar Dios, que ya lo tiene escrito. No, ya lo tiene escrito. Así cerramos la ventana, pero esto sigue, ¿eh? Hasta mañana. Mucho ánimo, o ¿eh? Y un beso muy grande. Adiós. La ventana con c a r l a s Proncino.